A medida que se acerca una borrasca por el Atlántico, que va a llenar de nubes toda la mitad oeste de la península, se esperan precipitaciones ya desde primera hora de la mañana que afectarán a las provincias más occidentales de Andalucía y al sur de Extremadura. Por la tarde, esos chubascos se extenderán por las dos casillas, t también por la comunidad de Madrid y podrán ser localmente fuertes con tormentas y aviso amarillo activado en Galicia, Asturias y las provincias de León y de Zamora. Nubes bajas por el Mediterráneo, las temperaturas que se mantienen sin grandes cambios, aunque bajan un poco por el oeste y en Canarias. Hoy llegarán a los 26 grados en Palma, a los 22 en Oviedo y no superarán los 21 en Huelva. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Pedro Sánchez anuncia medidas y reformas que no concreta para que no vuelva a producirse un apagón masivo como el del lunes, pero también señala. Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Privados. Lo dijo ayer el presidente en varias ocasiones y se reunió con ellos por la tarde en Moncloa, con las compañías del sector, también con la presidenta de Red Eléctrica. A todos, a todas les ha pedido colaboración para esclarecer las causas de lo ocurrido. La operadora del sistema eléctrico rechaza de momento la tesis del ciberataque como origen del apagón. Sánchez no lo descarta y asegura que se llegará a Hasta el final. Se han anunciado en estas últimas horas investigaciones en España y también en Bruselas. El episodio del lunes, que aviva el debate también sobre las renovables y también sobre el papel de la energía nuclear. Sánchez llamó ayer a Feijón, el líder del PP, lamenta que siga sin haber información clara de lo ocurrido. Hoy va a clausurar el Congreso de los Populares Europeos en Valencia sin que haya coincidido aún con el presidente Mazón. La normalidad se ha ido imponiendo tras la recuperación del suministro eléctrico. Las cercanías de Cataluña siguen siendo las más afectadas. r e n f e ha estado trabajando toda la noche para intentar recuperar. El servicio de rodalíes en todas las líneas. A las 9 de esta mañana va a volver a reunirse el Consejo de Seguridad Nacional y una hora más tarde lo hará el Consejo de Ministros. Lo hará de forma extraordinaria. Finalmente, la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz se cae. El proyecto de ley para reducir la jornada laboral no se va a aprobar hoy, víspera del Día Internacional de los Trabajadores. Se aplaza para la semana que viene. Junts, ya saben que mantiene su rechazo y la patronal catalana. Tampoco lo respalda y así el proyecto hace aguas. No dan los números en el Congreso. Otra protagonista, otro protagonista en este caso de estas últimas horas, Donald Trump, que cumple sus primeros 100 días en la Casa Blanca, lo ha celebrado de madrugada con un mitin multitudinario en m i c h i g a n Y ha dicho, ha presumido, just... del mejor inicio de mandato de cualquier presidente en la historia de los Estados Unidos. Afirma que todo el mundo lo está diciendo. Eso sí, sobre las encuestas que hunden su popularidad, las tachas de falsas. Ha hecho guiños al sector del automóvil en su país para aliviarles de los aranceles y se ha jactado de que países como el nuestro, como España o China, estén acudiendo a Washington para negociar. Ahora le vamos a escuchar. Así es como empieza este día. Como decíamos, víspera de puente para algunos. El viernes solo es festivo en la comunidad de Madrid, aún así. La DGT prevé 7 millones y medio de desplazamientos en las carreteras. A las 3 de esta tarde activa una operación especial de tráfico. Comienza el miércoles con estos otros sonidos. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de red eléctrica, en el centro de control de red eléctrica. Ni descarto ni señalo. El Centro Criptológico Nacional. También, lógicamente, el INCIBE están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar o se van a reconsiderar para proteger nuestra nación? Estar preparados es mejor que llevarse una mala sorpresa, y puede que ese fuese el caso de algunos en España y Portugal. No vamos a ahorrar en esfuerzos、eh, para esclarecer a los portugueses este problema tan serio que no tuvo origen en Portugal. Nos volvieron a vender un ticket, el cual no estaba de tren para viajar, y bueno, está el servicio suspendido. Nos reintegraron solo tres de los seis pasajes que sacamos y a la espera de que se reanude. Dije Carlos a l s i n a Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jésica de Jesús. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Casi 48 horas después del a apagón en la península ibérica, el gobierno desconoce qué ocurrió. Bueno, más bien, ¿cuál fue el detonante para que el lunes, a las 12 y 33 minutos del mediodía, todo se fuera a negro? Cinco segundos en los que 15 gigavatios salieron del sistema eléctrico, provocando el colapso total. Pero con... Red Eléctrica ya ha avanzado sus primeras conclusiones, las daba a conocer este martes por la mañana y poco después, desde Moncloa, sorprendía al presidente diciendo que se había enterado de ellas a través de la prensa. Bueno, Red Eléctrica, la empresa privada, Pero participada en su mayoría por las EPI, con una presidenta, Beatriz Corredor, antigua ministra de Sánchez, ha apuntado a dos eventos, dos desconexiones localizadas en el suroeste de la península. Como posibles causantes de la caída de todo el sistema. El primero provocó un fallo de tensión y de frecuencia, pero se pudo estabilizar. El segundo ya fue irreversible. La inestabilidad en la red es lo que llevó también a que se interrumpiera la interconexión entre España y Francia y que acto seguido se produjera una pérdida masiva de energía renovable. Esas dos pérdidas de generación eléctrica. Fueron previas al corte de suministro, se han achacado inicialmente a la energía solar, aunque el director de operaciones de red eléctrica ha pedido que se evite especular sobre las causas. Según Eduardo Prieto, lo que sí que parece descartado son, por un lado, los problemas en la red de transporte y, por otro lado, que haya habido un ciberataque. Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento,、eh, podemos descartar un incidente de ciberseguridad. En las instalaciones de red eléctrica, en el centro de control de red eléctrica. En este sentido, desde、eh, ayer、pues、hemos tenido la, la colaboración、eh, del CNEPIC, INCIBE, del CNI, y, y esta mañana、pues、hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión que pudieran haber ocasionado el. Sánchez no ha querido cuestionar abiertamente esta primera conclusión del operador del sistema, pero digamos que no la abraza, no descarta que detrás del apagón pueda haber un acto de ciberdelincuencia y por ello ha decidido que se cree una comisión de investigación recurriendo pues, a los mismos organismos, a los que ha llamado Red Eléctrica, al INCIBE. Al Instituto de Ciberseguridad、uh, y al Centro Criptológico Nacional. También va a participar la CNMC y esta va a estar liderada por el Ministerio de Transición Ecológica. Yo no pongo en duda nada. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto. Haya contribuido、eh, un potencial ciberataque a esta situación. Ojalá no sea así、eh, y ojalá sean otras、eh, hipótesis. También le ha pedido al presidente, a la Unión Europea, que elabore un informe independiente para que desde Bruselas puedan hacer una foto, decía, más centrada y verosímil de lo ocurrido. Bueno, por la mañana Sánchez. Apuntaba a la responsabilidad de los operadores privados y a ellos, a las compañías del sector, les ha reclamado información sobre sus sistemas informáticos, los de las primeras horas de la mañana del lunes. Ayer por la tarde, junto a Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, a quien, por cierto, todavía no hemos escuchado, los recibía en Moncloa. Ahí estaban representantes de Iberdrola, de Endesa, de n a t u r g y de Eléctrica de Portugal y también de a c c i o n a El propio presidente. Difundía después una imagen de ese encuentro al que asistieron también la vicepresidenta Montero y los ministros Cuerpo y López. Todos, parecen, la verdad, con gestos bastante serios. Bruselas va a analizar, además, lo ocurrido en España y en Portugal. También le ha pedido al gobierno de Sánchez que en un plazo de tres meses le entregue un informe sobre el apagón. Además, de forma paralela, se abierte una investigación en la Audiencia Nacional a cargo del juez José Luis Calama. En la que se pretende determinar si el apagón pudo deberse o no a un acto de sabotaje informático en las infraestructuras críticas del país. De ser así, se trataría de un delito de terrorismo. En estas últimas horas también hemos conocido que Red Eléctrica, al menos en dos ocasiones, la última hace apenas un par de meses, ya había advertido del riesgo de este tipo de desconexiones en el sistema y lo atribuía a la red eléctrica. A la elevada penetración de las energías renovables en el sistema. Ayer lo que hizo Sánchez fue negar, por un lado, que este problema viniera precisamente por un exceso de generación de energía renovable y también por la falta de centrales nucleares. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos. Estables. A todo esto ha presumido también el presidente de la gran capacidad que ha tenido el propio sistema eléctrico para recuperarse. Ha hablado de él como uno de los más avanzados del mundo. Fue clave para ello la intervención de las hidroeléctricas, de las centrales de ciclo combinado, quemando gas y, por supuesto, también gracias a las interconexiones. El presidente, que también se ha defendido de las acusaciones por lo que tardó el pasado lunes en comparecer, casi seis horas después de iniciado el apagón, fue su primera comparecencia en Moncloa. Dijo que dio explicaciones tan pronto como tuvo información para poder darlas al público. Ayer por la tarde parece que ya no tuvo dificultades para contactar con el líder de la oposición y llamó a Alberto Núñez Feijó. Han contado poco, han dicho desde el PP que fue una conversación cordial. Pero que apenas le ha aportado novedades de lo ya dicho en público. El líder del PP, que ayer participó en la cumbre europea de su formación, que se sigue celebrando en Valencia, allí lo que ha hecho es seguir exigiendo transparencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Puede volver a repetirse? Me gustaría daros respuestas a esas preguntas, pero no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque la información oficial de la que disponemos en este momento no es. Es clarificadora ni contrastada. Otras consecuencias del apagón son las económicas. La patronal ya ha hecho una estimación muy inicial de 1.600 millones de euros en pérdidas para las empresas. La otra tiene que ver con varias muertes que podrían tener más o menos una relación causal con ese corte masivo de electricidad. En Galicia, tres miembros de una familia muerto intoxicados. Por un generador que necesitaban para poder respirar, precisamente en Madrid. Ha sido un incendio causado por una vela al que le ha costado la vida a una mujer de 52 años. Y se está investigando la muerte de otra mujer de 46 años, en este caso en Alcira, en Valencia. Ya necesitaba oxígeno para mantenerse con vida y falleció poco después del apagón. Y finalmente, este miércoles, víspera del 1 de mayo, cuando la vicepresidenta primera quería haber cumplido su deseo, pues no va a poder ser, porque el Consejo de Ministros, que hoy se reúne de forma extraordinaria, no tiene previsto aprobar el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Volverá a reunirse, pero lo va a dejar para la próxima semana. Ya saben que Jun sigue con su voluntad de votar en contra y la patronal catalana. Con Sánchez Gibri a la cabeza, tampoco está por remar a favor de la vicepresidenta segunda. Evitar que este proyecto de ley, si o se, en de, de, de, se aprueba en el Consejo de Ministros, pues、eh, no tenga n a u f r a g u e en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde COE, desde FUMEN, intentar influir, explicar. A todas las fuerzas parlamentarias que nos puedan, que nos quieran escuchar, de la posibilidad de poder implementar una enmienda a la totalidad. Sin los siete votos de Junts, la norma de la jornada laboral, la reducción no sale en el Congreso, el PP y la COE lo rechazan, el Gobierno insiste en que entrará en vigor sí o sí este año y los sindicatos lo exigirán mañana, precisamente en las manifestaciones, por el Día Internacional de los Trabajadores. Más de uno en Onda Cero. Don De Alsina. A las seis y trece, cinco y 13 en Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa. En la portada de La Razón, el exceso de confianza en las renovables causó el apagón en el país. Sánchez señala al sector eléctrico en el mundo. Corredor ignora las alertas sobre las renovables desde hace cinco años. A veces dice que la falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica en la vanguardia. Red eléctrica atribuye el apagón a una parada de las fotovoltaicas y el periódico El Gobierno se fía del sector e investigará. Las causas de este apagón en la prensa digital, leo en el diario.es punto que el gobierno acusa a Red Eléctrica y los operadores privados de falta de información sobre el origen del apagón. En el español, Sánchez apunta a corredor por el apagón, pese a que la nombró él para gestionar el modelo energético del PSOE. Y terminó con el confidencial. Este es su titular de portada. El gobierno lleva cinco años sin la estrategia vital de seguridad para el suministro eléctrico. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Cambia el tiempo a las puertas del puente. Volveremos a tener lluvias y tormentas en algunas zonas de España, calor en otras. Porque las tormentas van a ser de distribución irregular en los próximos días y las temperaturas no van a ser tan bajas, tan frías como las que tuvimos en Semana Santa. Hoy ya tenemos la borrasca situada entre Madeira y las Azores. Desde allí está provocando un aumento de la nubosidad en todo el oeste de la península, con tormentas que pueden ser intensas en el sur de Galicia, Extremadura y oeste y sur de Andalucía. Ahí tenemos avisos por chubascos tormentosos, pero también podrán extenderse hasta la zona centro al final de la jornada de hoy. En la comunidad valenciana esperamos nuevas nubes como las que tuvimos ayer, en este caso por el viento de Levante, y cielos más despejados en el sureste, Baleares, Cataluña y el Cantábrico, además del sur de las Canarias. Mañana jueves, un frente cruzará rápidamente. Por la tarde debería llover menos y las temperaturas mañana van a ser más altas, que volverán a bajar el viernes, con la borrasca más cerca, dejándonos lluvias en más zonas de España. Víctor Hugo no solo escribió Los Miserables o dio vida al jorobado de Notre Dame en Nuestra Señora de París, el poeta, dramaturgo y novelista francés, uno de los autores más universales. Buscó también refugio en el dibujo, sus obras en tinta o en acuarela. No son tan conocidas, al menos para el gran público, aunque sirvieron de inspiración a pintores del surrealismo. Ahora, una muestra en la Royal Academy de Londres reúne algunas de sus creaciones, sus primeras caricaturas, bocetos de viajes, sus inquietantes paisajes o sus coqueteos con la abstracción. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Los Miserables o el Jorobado de Notre Dame convierten a Victor Hugo en el equivalente francés de Shakespeare. Pero más allá de sus libros y musicales, el artista referente del siglo XIX también creó mundos imaginarios en unos dibujos que empezaron como caricaturas y evolucionaron luego hasta convertirse en obras maestras sublimes y surrealistas, descritas por el propio Van Gogh como cosas asombrosas. La r o y a a la c a d e m y la recopila ahora en una exposición donde se muestran todas sus facetas. Hizo, por ejemplo, campaña contra la pena de muerte hace casi d o s Tal y como refleja su dibujo de 1854, Contemplad la Ley, con un macabro retrato en tinta de un cadáver ahorcado, parte de su fallida campaña para salvar a un asesino condenado. La mayoría de los dibujos fueron realizados en las Islas del Canal, donde pasó casi 20 años en el exilio por defender a los ileales de la República Francesa, la igualdad y libertad. Usa una mezcla de tinta, carboncillo y acuarela para crear sus turbias visiones sobre el papel. Despreocupado por las modas artísticas, Siguió su propia fantasía, y al igual que Goya, a quien a menudo se asemeja, su obra consigue hablar directamente con el público. Más de uno en Onda Cero. ¿Se puede ser calvo? r e t a d o n d e Alsina? El sonido de la protesta ayer en Valencia de los familiares de las víctimas de la DANA, cuando se cumplían seis meses de la riada del 29 de octubre. Los manifestantes, unos 1.200 según la delegación del gobierno, se trasladaron hasta los alrededores de Feria Valencia. Donde se estaba celebrando algunos de los actos previos al congreso del PP Europeo, que va a continuar hoy allí, en la ciudad, María Gómez Prieto. Incluso los manifestantes protestaron con cánticos en inglés para mostrar su rechazo a la gestión de Carlos Mazón y trasladárselo así a, entre otros líderes europeos, a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, que les recibirá en Bruselas el próximo 13 de mayo. De las víctimas de la DANA se acordó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, dirigiéndose a Fijo. Querido Alberto, antes de empezar, te agradezco tu coraje. イトーリー・ディラスコ。 Yo estaba en España cuando se produjeron las terribles inundaciones del pasado mes de octubre. Es realmente muy especial para mí estar hoy aquí y poder expresar mi solidaridad en persona. Mazón no estuvo en la jornada inaugural de ese congreso, alegando que su prioridad era atender las consecuencias del apagón del lunes y tampoco fue a la cena de anoche. Sí asegura que acudirá hoy a la clausura. Ayer ya el alemán Manfred Weber fue reelegido líder del PP Europeo con el 90% de los votos. Advirtió a sus colegas de que deben. En combatir la ola de autoritarismo y no rendirse ante Putin independientemente de lo que haga Estados Unidos. ¿Cree que Vladimir Putin quiere la paz? Creo que la quiere, sí. Trusted, en él. No confío en ti, no confío en mucha gente, pero creo en esto. Creo que él, digamos, me respeta. Y creo que gracias a mí no va a apoderarse de toda Ucrania. Donald Trump, que acaba de celebrar en m i c h i g a n sus 100 días de mandato, reiteraba anoche en una entrevista en ABC News que cree que Vladimir Putin quiere la paz. Su secretario de Estado, Marco Rubio, insiste en que la Casa Blanca se retirará de las negociaciones si no hay avances. Y Zelensky desconfía de la supuesta buena voluntad del Kremlin. El presidente ucraniano Desconfía de ese alto el fuego unilateral de tres días que anunció Vladimir Putin para la semana que viene y Zelensky apunta a una tregua más larga de hasta 30 días, algo que Moscú por ahora descarta. En Ucrania temen que Putin se esté preparando para un gran ataque en los próximos meses junto a Corea del Norte y Bielorrusia. a s u n c i ó Salvador. Rusia y Bielorrusia han anunciado maniobras militares conjuntas en septiembre y Zelensky teme que esa sea la excusa de Putin para llevar a cabo nuevas acciones contra Ucrania, aunque no ha precisado más detalles. Sigue sin haber, entre tanto, tregua a la vista. Putin rechaza la contraoferta del presidente ucraniano de un alto el fuego de un mes, a pesar de que Trump insiste en que el cese debe ser indefinido mientras su gobierno trata de ultimar con el de Ucrania el acuerdo sobre las tierras raras. Se trata de un acto hostil y político por parte de Amazon, pero no es una sorpresa porque Amazon se ha asociado con un brazo de propaganda chino. Así que esta es otra razón por la que los estadounidenses deben comprar productos estadounidenses. Es la reacción de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, al plan esbozado por Amazon para mostrar en su página web el efecto de los aranceles en el aumento de los productos que venden. La idea ha quedado no obstante descartada después de una llamada que ha hecho Trump al propio Jeff Bezos. El presidente y el dueño del gigante del comercio electrónico tienen una buena. Buena relación, y Trump dice que es un buen tipo y que ha resuelto el, programa, el problema rápidamente. La administración estadounidense sigue viendo las consecuencias negativas de sus aranceles y ha decidido aliviar los gravámenes a los fabricantes de automóviles, que no tendrán que pagar por otros aranceles añadidos como los que se aplican al acero y al aluminio. Trump sigue así la recomendación de Ford o de General Motors, que le habían trasladado que este tipo de medidas podrían dañar a la industria estadounidense. La economía española, mientras tanto, sigue creciendo. Según el dato publicado ayer por el INE, nuestro PIB aumentó en seis décimas en el primer trimestre del año, como también lo hizo la inversión. El consumo de los hogares creció un 0,4% en un momento en el que la inflación sigue moderándose. Aunque lo hace ligeramente el IPC, se moderó en abril hasta el 2,2%, lo que supone una décima menos que el mes anterior. El abaratamiento de la electricidad es el principal responsable de esa bajada, aunque la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos frescos ni la energía, sí subió hasta el 2,4%, principalmente. Por el aumento de los precios de los servicios turísticos durante la Semana Santa. El Gobierno Central celebra estos datos, dice que reflejan el dinamismo de la economía española. 6 y 23, 5 y 23 en Canarias. El cardenal Becho, como les contamos ayer en más de uno, condenado por fraude en 2023, no estará finalmente en el cónclave que elegirá el nuevo Papa la semana que viene. Si、sí、lo ha decidido él mismo, siguiendo la voluntad de Francisco, corresponsal en Roma, Darío Menor. El purpurado italiano Giovanni Angelo Becciu, al que Francisco desposeyó de sus derechos cardenalicios al verse envuelto en un escándalo financiero, anunció ayer que renuncia a participar en el c o n c l a v e que comienza el 7 de mayo y del que saldrá elegido el sucesor del pontificio argentino. Justificó su decisión por el bien de la Iglesia y por su obediencia al Papa, aunque defendiendo una vez más su inocencia. Se despeja de esta manera la polémica que había enfangado las reuniones de cardenales previas a la votación en la Capilla s i x t i n a Más de uno. Tiempo ya para la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Barça recibe esta noche a partir de las 9 al Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions. Un Barcelona que no podrá contar ni con Lewandowski ni con Valde. Que aún no han entrenado con el equipo y eso sí estará Chesney en portería, como confirmó Hansi Flick en rueda de prensa. También, por supuesto, Lamin Yamal, que hablaba así de su espectacular temporada con el equipo, con tan solo 17 años. Bueno, yo creo que a mi edad ya pocos jugadores habían tenido tantos partidos con un club tan grande como el Barça. Entonces, yo creo que eso es lo que más valoro, tener、eh, la cabeza de estar siempre motivado, que yo creo que al final es muy fácil en un club así, que no todo el mundo, todo el mundo lo hace. Yo creo que eso, tener la continuidad que tengo y al nivel. Que estoy jugando con 17 años en el Barça no lo hace cualquiera, entonces yo creo que es eso lo que más valoro. Por su parte, el Inter de Milán llega a estas semifinales tras haber dejado fuera al Bayern de Múnich, segundo en la Liga Italiana y con el argentino Lautaro Martínez como gran estrella. El propio Lautaro opinaba sobre esa comparativa entre la Minja Mal y su compatriota Leo Messi. Estoy ajeno a eso, Leo. Para mí no tiene comparación porque Leo es. El, es... Y será el mejor jugador de todos los tiempos.、Eh, esa comparación no la voy a hacer. Un partido que podrán seguir en el radioestadio de Onda Cero. En la primera semifinal disputada ayer, el PSG toma ventaja al ganar 0-1 al Arsenal en Londres. Además, malas noticias en el Real Madrid a modo de lesiones y de sanciones. m e n d y grave lesión muscular de dos a tres meses de baja. Alaba, rotura del menisco de su rodilla izquierda, también unos dos meses de baja. Y operado del menisco r ü d i g e r que también estará fuera alrededor de dos meses. El comité, el comité de competición castigó al central alemán con 6. Seis partidos tras lanzar un objeto al árbitro de la final de Copa, también sancionado con dos partidos Lucas Vázquez tras ese encuentro. Y en baloncesto, el Real Madrid sigue vivo en la Euroliga tras ganar anoche a Olympia Cos. Mañana, cuarto partido de la eliminatoria también en el Movistar y Arena. Hoy a las siete juega el Barça que debe ganar al Mónaco en el Palau. Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. Como antesala e l Día Internacional del Trabajo, UGT hacía entrega de sus tradicionales premios el primero de mayo, que este año ha recaído en su máximo galardón en el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez. Una patrulla de la Guardia Civil tuvo que escoltar hasta un hospital de Cartagena un vehículo en el que viajaba una mujer embarazada con una grave hemorragia. Los agentes detectaron el vehículo con las luces de emergencias y le abrieron paso hasta el hospital. La madre y el bebé se encuentran en perfecto estado. Onda Cero Mallorca, Patricia Segura. Hoy abrirá sus puertas el Palma International Boat Show en el Moybey de Palma, que este año acoge a más de 300 expositores y contará con conexiones marítimas al Club de Mar, que albergará una exclusiva exposición de veleros de gran eslora. Y cerramos en Asturias, Onda Cero o Viedo, Arturo Telle. z Susto en el Instituto Jovellanos de Gijón, sus cerca de mil estudiantes tuvieron que ser desalojados tras detectar unas grietas en un gimnasio del edificio. lado Hay unas obras de construcción de viviendas. Los técnicos de la consejería señalaron que no hay daños estructurales, de manera que hoy volverán a la normalidad.、Ahora. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día, non da cero. Es miércoles 30 de abril de 2025. Hoy sale el sol en Castellón a las 7 en punto. En Cuenca las 7 y 10 minutos, en Córdoba las 7 y 24, en Badajoz a las 7 y media de la mañana. En el Cantábrico y en el Mediterráneo va a soplar hoy con fuerza el viento y las nubes las esperamos en la mitad oeste, donde vamos a tener un día de lluvias y tormentas. En el levante podría caer también alguna gota, pero en la mitad oriental vamos a tener nubes y sol. Aquí las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, pero allí donde esperamos lluvias, l a s Van a desplomarse. Aún así, vamos a seguir alrededor de los 20 grados en el momento de más calor del día. En el resto, vamos a estar más cerca de los 25. Este miércoles serán Noticia, el Consejo de Ministros y el Puente de Mayo. Los detalles con Elena Bueno y Manuel Pecino. El Gobierno celebra hoy una nueva reunión, un Consejo de Ministros extraordinario en el que se pretende aprobar los asuntos que estaban previstos para sacar adelante el martes. Pero Moncloa ha preferido retrasarlo para centrar el de ayer en las medidas de respuesta al apagón. Se aprobará el nuevo cuadro macroeconómico. Para remitirlo a Bruselas y previsiblemente también el perte de vivienda. Lo que podría retrasarse hasta la semana que viene es el proyecto de ley para rebajar la jornada laboral a las 37 horas y media semanales sin merma en los salarios. El objetivo era sacarlo antes del primero de mayo. Y hoy en la Dirección General de Tráfico pone en marcha la campaña especial del Puente por el Día Internacional del Trabajador que se celebra mañana jueves. Desde hoy a las tres de la tarde y hasta la medianoche del domingo, la DGT espera más de 7 millones y medio de desplazamientos por carretera n o En nuestro país, especialmente en la comunidad de Madrid, donde el viernes día 2 también es festivo. Tráfico instalará carriles reversibles y adicionales en las horas de mayor afluencia. Entre las consecuencias más graves del apagón que sufrió la península ibérica este lunes está la muerte, más o menos relacionada con lo que ocurrió el lunes, de al menos cinco personas, una de ellas. Se trata de una mujer de 46 años en a l c i r a en Valencia, que necesitaba un respirador. Falleció pocos minutos después de que, de que se cortara el suministro eléctrico. Otra víctima es una mujer de Madrid que murió en un incendio de su casa provocado por una vela. Y los otros tres son de una misma familia que habría fallecido después de inhalar el humo que soltaba un generador. Lo encendieron para tener energía para un respirador. Onda Cero en Santiago, Marta Rodríguez. Se trata de un matrimonio de 81 y 77 años y de su hijo de 56 que habrían adquirido el generador. Para conectar el respirador del hombre más mayor. Lo instalaron fuera de la vivienda, pero con la puerta que conectaba con las habitaciones abierta. El consellero de presidencia, Diego Calvo. Necesitaba de corriente eléctrica, de ver en Depoñero, serador en funcionamiento y copaso de tiempo, ese fume que si era l n serador,、eh, debe de pasar a vivienda. El monóxido de carbono se extendió por la vivienda, rematando con la vida de esta familia, que fueron localizados en la mañana de ayer. La Junta de Galicia relaciona además o t r a s Tres muertes con el apagón son tres hombres de 59, 80 y 86 años que murieron en sus domicilios. Pero la Consellería de Presidencia no ha aclarado el vínculo con la falta de suministro eléctrico. España, afortunadamente y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y、eh, camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad. En lo que respecta a la electricidad y、eh, sus consecuencias en distintos sectores. Lo había comunicado Red Eléctrica a las 11 y cuarto de la mañana y un par de horas más tarde lo confirmaba Pedro Sánchez, España. Había recuperado la normalidad en el suministro eléctrico en algo más de 22 horas desde que se produjo la caída. Las compañías telefónicas informaron también a lo largo de la mañana de que habían recuperado la práctica totalidad de los servicios de tráfico móvil y de fibra y ha sido en la red de transportes, especialmente la ferroviaria, donde más está costando alcanzar esa normalidad. Por la falta de tensión, algunos corredores no pudieron arrancar a primera hora y las cancelaciones del lunes han hecho que durante el martes algunos trayectos hayan sufrido retrasos. En Almería trabajan para intentar recuperar la desaladora de Carboneras que surte de agua potable a unos 20 municipios en la provincia. Después del apagón ha sufrido una avería que aún no ha sido subsanada. Mi descarto. Ni señalo. Simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación para cerciorarnos y descartar un potencial ciberataque y, y evidentemente, Pues trabajaremos en conocer cuanto antes estas、eh, causas y a partir de ahí operaremos. El presidente del gobierno, que sigue sin dar detalles de las posibles causas del gran apagón, pero que insiste en que es demasiado pronto para descartar cualquier hipótesis, para descartar incluso el ciberataque como origen de la crisis, algo que sí que ha hecho ya Red Eléctrica. La operadora del sistema, compañía privada, pero con una gran participación del Estado, sí que ha descartado esta posibilidad y de hecho apunta a que dos desconexiones en el suroeste de la península podrían haber hecho caer todo el sistema. Los detalles con Patrick Gijón. Red Eléctrica apunta a alguna central eléctrica del s u r e s t e español como la causante del gran apagón. Descarta rotundamente un ciberataque o problemas en la red de transporte. Las conclusiones no son definitivas. Los análisis preliminares hablan de dos desconexiones separadas de apenas un segundo y medio que llevaron a cero a todo el sistema. Aún es pronto para hablar de fallo humano, según el director de servicios de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto. Y aunque no quiere especular, lo atribuye a una sobrecarga de energía solar. Por la zona ...que he Comentado suroeste, pues es muy posible que la generación aceptada p u、pues, e es ser suelta. Pero como digo, a n q u e no tengamos la información, no podemos concluir absolutamente nada. Las compañías eléctricas se defienden, aseguran que han colaborado en todo momento con el operador del sistema eléctrico, han cumplido todos los protocolos y b e r d r o l a valorará las medidas a tomar para defender sus derechos y los de sus clientes en función de la causa final del apagón. Sánchez se ha reunido además este martes en Moncloa con la presidenta de Red Eléctrica y con representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acción Energía y Natogy. El presidente les ha pedido colaboración para esclarecer lo ocurrido el lunes después de decir que les exigirá responsabilidades cuando Dios colmenero. Pedro Sánchez, esta vez sí con periodistas y medios de comunicación. En la sala de prensa del Palacio de la Moncloa compareció para seguir diciendo que la complejidad de lo ocurrido le obliga a ser prudente. Eso sí, para lo que no fue prudente fue para apuntar a las operadoras privadas. Criminalizar la energía nuclear y mantener que lo del ciberataque no se descarte. El resto se hizo con eficacia. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Investigación, pero investigación propia, dijo, y se creará una comisión interna que sacará conclusiones y después se depurarán las responsabilidades. Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. No termino de aclarar tampoco, Pedro Sánchez, si por operador privado se refiere también a Red Eléctrica, cuyo máximo accionista es público, el Estado, las EPI, y que la presidenta es la exministra socialista Beatriz Corredor. Que es cada vez más obvio que la economía y los sectores estratégicos. Deben estar bajo control público. Tiene que ser una prioridad absoluta para nuestro país. La secretaria general de Podemos exige que las eléctricas sean públicas. Jone Belarra ha evitado comentar el papel del gobierno durante el apagón y cree que Sánchez querrá dar explicaciones en el Parlamento. Entre los socios del gobierno, algunos como Esquerra o el Benega, han pedido ya la comparecencia del presidente. Y también de tres ministros implicados en la gestión de la crisis energética. También Juns t le pide a Sánchez explicaciones, mientras que en el Partido Popular, Feijo critica la gestión del Ejecutivo desde el Congreso del PP. europeo Cree que estaba sobrepasado y habla de apagón informativo de Sánchez. La crónica es de José Ramón Arias. El gran apagón estuvo presente en las intervenciones de los representantes españoles en este Congreso de los Populares Europeos de Valencia, al que también se refirió la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, que agradeció el civismo mostrado por los ciudadanos de nuestro país. El líder del PP español, Núñez Feijó, a pesar de la conversación mantenida con el presidente del Gobierno, 24 horas después de la crisis eléctrica, volvió. A pedir información clarificadora por una circunstancia que dijo no puede paralizar a la cuarta economía del euro. ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar o se van a reconsiderar para proteger nuestra nación? Alberto Núñez c i j o considera que la investigación que se va a llevar a cabo en Bruselas es fundamental para conocer las causas de lo ocurrido y que esto no vuelva a repetirse en un momento tan crucial para Europa. En Monclo han respondido a Feijó, creen que el principal partido de la oposición está siendo muy desleal y recuerdan que Sánchez no estuvo ni incomunicado ni comiendo durante la crisis, en clara alusión a lo que hizo Carlos Mazón el día de la riada. 6 y 39, 5 y 39 en Canarias. Al haber declarado la emergencia, el gobierno tiene ahora tres meses para remitir a Bruselas un informe sobre lo ocurrido con el apagón y sobre sus causas. Es lo que marca la legislación europea, que establece también que debe abrirse otra investigación independiente liderada por un gestor de la red de otro Estado miembro. No será además la única investigación. Habrá al menos una judicial. En la Audiencia Nacional se indaga ya y de oficio si se trató de un sabotaje porque podría constituir un delito de terrorismo de ¿Eh, v a l a Mazares. Un posible ataque contra i n f r a e s t r u c t u r a Críticas se consideraría terrorismo y el apagón afectó, recuerda el juez, a sistemas informáticos que soportan servicios esenciales para la sociedad, por ejemplo, salud, energía, industria o transporte. Esto supuso una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos. El magistrado José Luis Calama ha actuado de oficio. Era el juez que estaba de guardia en la Audiencia Nacional y considera necesaria una investigación judicial mientras no pueda descartarse el sabotaje informático como un. Una de las hipótesis desencadenantes del apagón. Los liberales han vuelto a ganar las elecciones en Canadá. El primer ministro Mark Carney, sustituto de Justin Trudeau, se ha impuesto en unas elecciones que su partido parecía tener perdidas hace unos meses. Tendrá que gobernar, eso sí, en minoría y llegar a acuerdos para sacar sus medidas adelante. Enviado especial a Ottawa, Argemino Barro. Mark Carney ha hecho de su oposición a Donald Trump la exitosa piedra angular de su campaña, aunque su partido no ha conseguido escaños suficientes para gobernar en mayoría. El primer ministro liberal ha prometido fuertes inversiones públicas para construir medio millón de viviendas. Al año, financiar la educación profesional, potenciar el gasto en defensa y diversificar el comercio, ya que los canadienses, ha dicho Carney, no pueden continuar siendo tan interdependientes de su único y desde hace meses amenazante vecino. a t r e s Media ha celebrado este martes su junta de accionistas, en la que el presidente del grupo, José Cregüeras, ha celebrado los excelentes resultados de 2024. Se han aprobado también las cuentas anuales y un reparto de dividendo complementario. Ignacio Rodríguez Burgos. El presidente de a t r e s Media, José Cregüeras, ha mostrado su apoyo a todas las personas afectadas por el apagón. También ha apuntado que ante el exceso de ruido hay que contribuir con rigor y pensamiento crítico. Todos los que formamos nuestro grupo de comunicación asumimos. Ahora más que nunca. Una responsabilidad que consideramos irrenunciable: la de informar con rigor, poner la información en contexto y contribuir al pensamiento crítico. En un tiempo marcado por el exceso de ruido, la sobreexposición emocional y la epidemia de desinformación, el valor y el papel que juegan los medios de a t r e s Media, que aspiran a ser útiles, independientes y honestos, Son más necesarios que nunca. El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, ha resaltado el liderazgo del grupo y la importancia del periodismo libre. Hemos demostrado ser capaces de generar valor sin renunciar a nuestros principios. Tenemos un criterio editorial propio, blindado, frente a injerencias externas, que nos permite responder únicamente ante nuestros espectadores, oyentes, usuarios y abonados. c n e g u e r a s ha recordado el trabajo de Onda Cero en la Dana de Valencia y también el décimo aniversario de Más de Uno y ha destacado que A3 Medias e mantiene como una de las compañías referentes del mundo. Miguel Ondarreta, Más de Uno, donde Alsina. Este miércoles 30 de abril nos trae además algunas otras noticias. El Partido Socialdemócrata Alemán da a conocer hoy el resultado de la votación de sus afiliados sobre el acuerdo de coalición. Un texto de 144 páginas que sienta las bases del gobierno entre el SPD y los democristianos y que se consumará el martes que viene la investidura de Friedrich Merz como canciller alemán. El líder de la CDU anunció ayer la composición de su gabinete, que contará con 10 ministros de su partido y 7 socialdemócratas. La agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, acusa a Israel de maltrato contra sus trabajadores. Calcula que más de 50 de sus miembros, desde médicos hasta profesores o trabajadores sociales, han sido detenidos y humillados desde que comenzó la operación en Gaza. Acusan a las tropas israelíes de haberles sometido a palizas, privarles de sueño o utilizarlos como escudos humanos. Israel insiste en que su ejército actúa conforme al derecho internacional. El Parlamento de Hungría aprueba la retirada del país del Tribunal Penal Internacional. Una propuesta del primer ministro que acusa al tribunal de haber perdido su imparcialidad y su credibilidad. Víctor Orbán ya vulneró la orden de detención del tribunal contra Netanyahu por crímenes de guerra. Recibiéndole a principios de mes en Budapest, Israel aplaude esta nueva decisión. La policía de Suecia busca a un hombre que abrió fuego en el centro de la ciudad de Uppsala. Dejando al menos tres muertos y varios heridos, el incidente está siendo investigado como un homicidio y el sospechoso habría huido en un patinete eléctrico. Las autoridades suecas están preocupadas por el aumento de enfrentamientos entre bandas criminales, muchas formadas por menores. Los atracadores de la celebrity Kim Kardashian dicen ante el juez en Francia estar totalmente arrepentidos. En 2019 asaltaron a Kim Kardashian en un hotel de lujo de París y a punta de De pistola le robaron unos 10 millones de euros en joyas. Es el mayor atraco a alguien en la historia de Francia. Los principales acusados tienen unos 70 años y han alegado que tienen Parkinson y principio de Alzheimer, por lo que no recuerdan bien los detalles y que tuvieron una infancia muy complicada. Y las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a más de 20 sospechosos por los ataques contra prisiones. Se investiga un grupo llamado Defensa de los Derechos de los Presos Franceses que atacaba a las instituciones penitenciarias, incendiando coches en los aparcamientos y provocando tiroteos en las inmediaciones. Las autoridades han puesto bajo custodia policial. A cinco presos considerados como principales organizadores de estos ataques. Ahora en más de uno, la beta cultureta de Carlos z ú m e r Escribía en el diario El Mundo Estermuciente sobre hasta qué punto la radio nos había salvado, en mitad del apagón. Y no voy a hacer un alegato endogámico a favor del medio en el que trabajo, pero sí puedo hablar de la otra cosa que a mí me ayudó: la lectura. Sin cursilería lo digo, y sin fetichismo, porque con la nevera vacía y el pinganillo puesto, me lancé no sobre un libro físico, sino sobre mi libro electrónico. Cuya batería dura mucho más que la del móvil y cuya retroiluminación no solo n o cansa la vista, sino que además acompaña a pruebas de apagones y a falta de velas. La noche anterior había terminado de leer La Amiga Estupenda, el primer libro de la tetralogía napolitana de Elena Ferrante, y a la mañana siguiente, de pura casualidad, compré en el Kindle la segunda parte, cuando aún había internet. Fin, que con la nevera vacía y el pinganillo puesto y las comunicaciones cortadas, me lancé sobre la novela, sin nada más que hacer, sin posibilidad de trabajar, con el tiempo detenido y el mundo en suspenso durante horas. Y e s c r i b e Ramón González f e r r i s en El Confidencial que nuestra época parece un revival de los años 70, con inflación, con inestabilidad, con guerras, con Nixon y Trump poniéndose por encima de la ley, hasta con cambios de papa. Y precisamente en los 70 ocurre el llamado Apagón de Nueva York del año 77. 24 horas sin luz por dos rayos que cayeron en las estaciones transformadoras. La gracia es que ese apagón impulsó el nacimiento de un nuevo género musical, el rap, por todos los altavoces, micrófonos y mesas de mezcla que se robaron en los saqueos de aquella noche. La historia está documentada y, si no hubo causalidad, al menos sí、si、hubo una clara correlación. Yo, por mi parte, juro que no afané el libro de Elena Ferrante, que no lo pirateé, el libro que me salvó en el apagón. Más de uno en Onda Cero. En 12 minutos vamos a llegar a las 7, las 6 en Canarias. Manuel Pecino, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Hoy es Pecino quien viene por aquí con música, trae una excusa, la de este miércoles, para escuchar un tema de quién? Del último de la fila: esto es insurrección. interpretada como un canto a la resistencia personal donde se narra el desafío al que se enfrenta No ha contado con alguien que siendo importante no estuvo cuando más necesario fue. Es un himno de Kimi Portet y Manolo García que, después de 15 años de carrera musical juntos, hace 28 que anunciaron que se separaban después de empezar a marcar vidas con el último de la fila. Y hoy les escuchamos porque, 26 años después de aquel anuncio, han dicho que vuelven, han mantenido su amistad durante todo ese tiempo y ya hace dos años que colaboraron juntos con una r e d d u c c i ó n e sus temas, e r v i s i ó n de sus temas. Ahora han confirmado una gira que tiene de momento nueve fechas en Madrid, Barcelona, s a n Sebastián, Sevilla o Valencia. Me De uno en onda cero. Hola, ahora que todo se puede hacer online, me haces ir a tus oficinas. Adiós, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al noventa y uno cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco c i n o cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco c o n c i c i o n c o c n c o cinco c i n c 6 y 53, 5 y 53 en Canarias. Desplegamos ya la prensa internacional. ¿Por dónde va hoy Juan Carlos Vélez?、Pues、en Estados Unidos, el Washington Post titula: Trump reúne a sus partidarios en Michigan para conmemorar sus, diez, sus 100 días en el cargo. Todavía no habéis visto nada. Es el entrecomillado que destacan, dijo el presidente, tras un torbellino de aranceles, recortes de la plantilla federal y deportaciones de inmigrantes indocumentados. Que para no ser nada, pues la verdad es que parece bastante. En el New York Times, Trump cumple 100 días vilipendiando a los inmigrantes y atacando A los opositores, los actos del presidente pretendían demostrar su compromiso con la fabricación estadounidense, pero su discurso en un mitin fue oscuro y lleno de agravios. Y esto, otro que lleva también este diario, fijándose en el país vecino, Mark Carney arrasó en Canadá, pero no habrá luna de miel. El primer ministro logró una sorprendente. Eh, remontada política presentándose con una plataforma anti-Trump y prometiendo reactivar la economía, pero ahora tiene que cumplir. En Francia, Le Monde, tras el apagón de la red ibérica, las distintas hipótesis, los gobiernos español y portugués anunciaron el martes la creación de sendas comisiones de investigación, al tiempo que pedían tiempo a sus ciudadanos para llegar a conclusiones rigurosas y precisas. En el reunido de Guardian, Pedro Sánchez se compromete a encontrar la causa del enorme apagón en España y Portugal. Gracias, Vélez. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. Rubén, Bartolomé, buenos días. Buenos días. Hoy nos vamos hasta Birmania, donde el conflicto armado entre el ejército y las guerrillas de minorías étnicas sigue escalando, con más bombardeos por parte de los militares que Amnistía Internacional define como indiscriminados, desproporcionados y mortíferos. En su último informe, esta organización denuncia que. Que el pasado año se incrementaron los ataques contra las escuelas, los hospitales y también contra la infraestructura civil. Es más, señala que la minoría r o h i n g y a sufre ahora la peor violencia desde 2017, año en el que se cometieron las atrocidades que sigue investigando Naciones Unidas por presunto genocidio. Pero todo esto, ¿a quién le interesa? En cuatro minutos vamos a alcanzar las siete, las seis en las Islas Canarias. Seguimos en más de uno. Enseguida con Nalsina por aquí. Esto que están escuchando es Onda Cero. l o s a e r n a n d o De uno en Onda Cero. o d o n d e Alcina? Las 7 en punto de la mañana son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades a los Gualfardos, a las Eboreas, los Eutropios, las e r c o m b a l d a s y los Aulos en el Día de Su Santo. Felicidades también a Abel Rodríguez, que hoy cumple 23 años en Málaga, y a Ana de Armas, que cumple 37 y que seguro que también nos está escuchando.、Eh, buenos días desde Onda Cero.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 Miércoles 30 de abril del año 2025. De hecho, es el último día ya de este cuarto mes del año. Han llegado las nubes al tercio oeste de la península. Tenemos previsión de chubascos hasta ahora en las provincias de Cádiz, de Sevilla, de Huelva, también de Badajoz. Lluvia en Ceuta y en Melilla. A lo largo de la mañana también esperamos agua, con alguna tormenta incluida en Galicia. Y a media tarde. Lluvia, precipitaciones en las dos Castillas. Estamos estrenando la mañana con 10 grados en Cuenca, tenemos 15 en Palma, 18 grados en Melilla. Enseguida, con Roberto Brasero, afinamos la previsión del tiempo. Para esta nueva jornada. Tres historias para empezar el miércoles. El gobierno le declara la guerra al sector eléctrico. Sánchez mantiene viva la hipótesis del ciberataque. Sugiere que Red Eléctrica ha tenido demasiada prisa por descartarlo. Reclama a las compañías generadoras de electricidad información sobre sus sistemas informáticos del lunes por la mañana. Y aprovecha para cargar contra las nucleares como un problema. Todo especulaciones, todo recelo, sospechas. Y en、no、realidad, ninguna certeza en la comparecencia del presidente. La normalidad ya casi es completa. El transporte ferroviario sigue siendo、eh, lo más complicado, lo más retrasado. La oposición pide explicaciones al gobierno, pide comparecencias. El PP Europeo ha iniciado su congreso en Valencia, sin mazón y con invocación a las autoridades comunitarias para que lleguen hasta el fondo de lo que ha ocurrido con el apagón en España. Y Yolanda Díaz tendrá que esperar. Se aplaza la aprobación del proyecto para topar la jornada laboral que estaba anunciado para esta víspera del primero de mayo, día del trabajo. El gobierno, dividido en casi todo, carece de apoyo parlamentario para sacar este proyecto adelante en el Congreso, como le ocurre con casi todos. Pues lo primero siguen siendo las consecuencias del apagón que este país sufrió el lunes pasado. Lunes y un poquito también, unas cuantas horas también. Del martes y en la investigación abierta, o las investigaciones abiertas en torno a las causas, las, las diferentes. Eh, versiones que se están dando y la guerra que ayer abrió claramente el presidente Sánchez, cuya comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que tuvimos ocasión de ofrecerles ayer aquí en directo poco antes de las dos de la tarde, cuya comparecencia pues tenía dos mensajes o dos ideas fundamentales.、Eh, la primera es mantener viva la hipótesis de que se ha producido algún un ciberataque, porque no hay otra hipótesis mencionada por el presidente. Dice, bueno, hay otras hipótesis y ojalá sean otras, pero ¿cuáles? Si usted solo menciona una. Y la segunda,、eh, ir contra las, contra las centrales nucleares. o para, Como hay quien está、eh, aprovechando digamos, o interpretando que lo del lunes demuestra que no se pueden cerrar las centrales nucleares, puesto que aportan Una electricidad, una, una generación de electricidad más estable o más robusta que es necesaria para mantener siempre el equilibrio del sistema. Frente a quienes están diciendo este episodio demuestra que sería un disparate cerrar las nucleares en nuestro país, el gobierno, como tiene decidido el calendario de cierre de las centrales, sale a decir. Que nada de eso es. O sea, que no me aprovechen este episodio para defender las nucleares y que no cambia la hoja de ruta del gobierno. l l e g o a decir el presidente que las nucleares son un problema. Ahora escuchamos esos dos pasajes. Lo primero, quizá lo más llamativo, porque Red Eléctrica había comparecido apenas unas horas antes para descartar que se hubiera producido un ciberataque. Red Eléctrica lo que tiene dicho, que, que tampoco Red Eléctrica ha concretado todavía exactamente qué es lo que causó el apagón. Red Eléctrica lo que está sugiriendo. Es que、eh, centrales fotovolta fotovoltaicas, o sea, empresas propietarias de centrales que aportan energía、eh, solar al conjunto del sistema y que en la mañana del, del lunes estaban aportando nada menos que 11, 11 gigavatios ...creo, de energía solar o energía fotovoltaica, que esas centrales en, en dos、eh, momentos, en apenas cinco segundos, en dos momentos y en el suroeste de nuestro país, pues dejaron de aportar al sistema. Se está diciendo que se, que se apagaron las, las centrales, que dejaron de funcionar. Pues sí, eso es lo que está sugiriendo, aunque no lo esté diciendo, está sugiriendo. Se produjo una caída de la generación probablemente de centrales fotovoltaicas. Esto es lo que dice Red Eléctrica. Lo que pasa es que no alcanza a explicar a qué se debe. Ese supuesto parón, si usted quiere, de las centrales fotovoltaicas, que por otra parte la patronal de las fotovoltaicas desmiente bueno, o niega. Dice que no se pueden desconectar o apagar las centrales por su cuenta, que eso solo lo puede decidir Red Eléctrica Española.、Esa、es una de las discrepancias, digamos, que siguen vivas en todo este asunto de qué es lo que exactamente sucedió. Pero lo que sí descartó ayer Red Eléctrica es que el origen de esa parada o de esa caída de la generación eléctrica fuera un ciberataque. Y lo llamativo fue. Que apenas un par de horas después compareció el presidente del gobierno para decir justamente lo contrario, que no cabe descartar que el ciberataque se haya producido. Ni descarto ni señalo. El Centro Criptológico Nacional, también lógicamente el INCIBE, están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. Y ojalá, espero, que efectivamente sea ese el diagnóstico. No lo pongo en cuestión, simplemente digo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de la situación, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación. También en la generación, n q u e significa? Que el presidente está señalando los sistemas informáticos, no ya de Red Eléctrica Española, que es quien se encarga de equilibrar la oferta y la demanda en el sistema eléctrico y de garantizar la distribución, es como el transportista de la electricidad en nuestro país. No ya el sistema informático o el posible ciberataque a Red Eléctrica Española, sino a los generadores, es decir, a las empresas o a las centrales fotovoltaicas que estaban proporcionando electricidad en ese momento, que si hubiera podido producir. Un ciberataque, pues, ¿qué te digo yo? A una Endesa o a una Iberdrola o a una Acciona o a un Naturgic. Estas empresas, pues, lo que están diciendo es: nosotros, plena transparencia y lo que usted quiera, pero vamos, que el presidente alimenta la hipótesis sin que nadie más、eh, de los actores interesados, digamos, o como prefiere decir el presidente, de los operadores privados, nadie más secunde de momento esa posibilidad. En situación complicada, pues queda Beatriz Corredor, presidenta de, de Red Eléctrica, que además a día de hoy todavía no se ha manifestado públicamente, lo cual es una circunstancia bastante llamativa, como lo es. Que no quieran hablar públicamente los responsables o los directivos de las empresas eléctricas propietarias de esas centrales fotovoltaicas. Digo que las investigaciones que ha anunciado el presidente, que incluyen al Centro Criptológico Nacional, al INCIBE, al Centro Nacional de Inteligencia, Red Eléctrica tiene dicho que con la asistencia del CNI del INCIBE ha llegado a la conclusión de que ellos no han sufrido. Ningún ciberataque, a pesar de que al presidente le moleste que se dé como firme ya esa conclusión, porque él dice: No pongo en duda, no pongo en duda y no no pone en duda, pero a la vez encarga una investigación propia y no da por aceptable la conclusión a la que ha llegado Red Eléctrica para entenderlo. So, lo de las nucleares. Claro, hay un debate en España que es un debate eterno. que Que nos acompaña desde hace tiempo, que es el de nucleares y nucleares, no para simplificarlo mucho. Pero que además es un debate que se ha calentado, digamos, en los últimos meses, porque está aprobado el plan de cierre de las centrales nucleares por el gobierno de España,、pues、un, con el año en el que cada central tiene que dejar de funcionar y desmantelarse, procederá al desmantelamiento. Con la central de Almaraz, por ejemplo, que es una de las que mayor oposición al cierre ha generado en el ámbito político en Extremadura, pero con todas las demás también que tienen alguna resistencia, no solo por parte de las compañías propietarias, sino de los、eh, responsables políticos. Políticos de los lugares que económicamente se nutren, digamos, de los recursos que proporcionan las centrales nucleares. Y en ese debate, claro, un, un episodio como este del apagón pues adquiere un enorme protagonismo, tanto para los partidarios de las nucleares como para los contrarios a las nucleares. El gobierno no cambia de hoja de ruta, al menos de momento, conociendo a Sánchez, cualquier cosa puede pasar, de momento no cambia, y por eso ayer aprovecha el presidente Sánchez. Para incidir en este asunto de las centrales nucleares. Y dice e l que, frente a quienes están sosteniendo que con una mayor aportación de energía, de, las, de la energía nuclear y de las energías tradicionales, digamos, que son más、eh, estables que las energías renovables, porque no dependen ni del sol ni del viento que haga, frente a quienes defienden que con una mayor aportación de esas energías tradicionales sería más estable el conjunto del sistema y se podrían evitar más fácilmente o más eficazmente situaciones como esta, él lo que dice es que no. Que, no、tiene nada, que eso no es así. Y que además el problema que suponen las centrales nucleares es cuando se produce un apagón como este por el coste que supone la electricidad que requieren para volver a ser puestas en marcha. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. nucleares, las de ciclo combinado, en fin, requieren de más tiempo y de más aportación energética para volver a ponerse en funcionamiento que las renovables.、Eh, también son más estables una vez que están funcionando. Que las renovables. El debate, por tanto, va a continuar, debate político de todas, y, y hay investigaciones, además de todas las que abre el Gobierno en el Consejo de s e r i d a Nacional, etcétera, de las que están en las propias compañías. Hay una investigación adicional que va a ser una investigación judicial, porque hay un juez de la Audiencia Nacional que ya ha iniciado las、eh, diligencias oportunas por si hubiera podido producirse un ataque o ciberataque a las empresas de nuestro país. Bueno, de los efectos que ha dejado el apagón, lo más grave seguramente es la relación o la posible relación con la falta de electricidad y la puesta en marcha de un generador para paliar la falta de electricidad, de la relación con ese episodio y la muerte de cuatro personas, una familia de tres personas en Orense por intoxicación con monóxido de carbono al fallar el generador que estaba conectado a un respirador. Que hacía falta, también hay una mujer en a l c i r a que estaba conectada a una máquina de oxígeno que se quedó sin energía. Son estos los sucesos que se han conocido con carácter general, pues no ha habido muchas incidencias en nuestro país para lo gordo que ha sido el apagón y lo que ha durado. Pues al final, el servicio ferroviario ya anunciaba el gobierno en el día de ayer que era lo más complicado y lo que estaba resistiéndose más al restablecimiento pleno o a la normalidad plena, como han podido comprobar muchos de los usuarios de los transportes públicos, transporte ferroviario, cercanías, media distancia y también alta velocidad en nuestro país. Se ha restablecido prácticamente ya todo el servicio, aunque sigue habiendo problemas, sobre todo en rodalías. Ayer tarde se empezó a recuperar el servicio en Galicia y también algunas conexiones entre Madrid, Puerto Llano y Sevilla de la alta velocidad. Y también a lo largo del día de ayer se pudo. ...pudo Restablecer ya prácticamente al 100% el servicio de telefonía móvil. El señor Núñez Fijó, por ir al debate político también de este asunto con el Partido Popular Europeo reunido en Valencia, por cierto, el señor Núñez Fijó ayer se quejaba de falta de información, de que Pedro Sánchez no le había telefoneado, lo hizo ayer por la tarde, y de que no、eh, hubiera dedicado el tiempo que merecían los presidentes de las comunidades autónomas. Yo creo que no han convencido a nadie porque no ha habido explicaciones, no ha habido ni media explicación de lo que ha pasado. No, no sabemos cuál es la causa, no sabemos por qué se ha producido, no sabemos si hay o no algún tipo de fallo en red eléctrica, en fin. En fin, el Partido Popular Europeo que celebra su congreso en Valencia, en, en, Valencia, en ausencia de Carlos Mazón, que finalmente、pues、no estuvo en la inauguración del congreso correspondiente, y que viene a ser pues una puesta en escena del respaldo que los、eh, dirigentes políticos y los gobiernos de la mayoría de los países europeos, que están en manos de los conservadores, el respaldo que tiene、eh, por parte de esos gobiernos el señor Núñez Hijo, que es el aspirante a gobernar alguna vez España. Mañana es primero de mayo, es jornada festiva. Hoy hay operación ya especial de tráfico de la Dirección General, porque hay personas que incluso están dispuestas no solo a librar mañana, sino a tomarse el puente, o sea, no volver ya a trabajar hasta el próximo lunes. El viernes es festivo en Ávila, como hemos contado aquí. Y en Madrid también es festivo en la comunidad, pero no en el resto del país. Dice, pues por eso es un puente, porque no es festivo el que va en medio. Bueno, había consejo de ministros, hay consejo de ministros hoy,、eh, lo tenía que haber habido bueno, ayer. Había Consejo de Ministros como cada martes. Estaba anunciado que se iba a aprobar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Luego se dijo, esto lo dejamos para el miércoles, que haremos otro Consejo de Ministros y ahí se aprueba lo de Yolanda Díaz. Ayer la sorpresa o la noticia es que tampoco se va a aprobar hoy, que se deja en principio para la semana que viene. Razones, pues oficial, pues que la prioridad ahora es lo de la crisis energética, las consecuencias del apagón. Pero bueno, lo cierto es que si la esperanza o el plan de Yolanda Díaz era llegar al primero de mayo mañana y a las manifestaciones sindicales, vamos a ver cómo de nutridas, con un a i sordo y con Pepe Álvarez pudiendo decir, ya he aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto para reducir la Jornada laboral, pues el plan ha quedado frustrado porque el proyecto de momento no se aprueba. Alsina en Onda Cero. Noticias de esta mañana del miércoles. Donald Trump llega a un acuerdo con los fabricantes de automóviles que e n s a m b l a n los vehículos en Estados Unidos para aliviarles los aranceles. Los fabricantes tendrán descuentos hasta el 15% durante tres años para las piezas que tengan que importar. Trump lo considera una ayuda para que el coste de fabricación no se dispare mientras relocalizan la producción y las cadenas de suministros. El presidente cumple 100 días en el cargo con el índice de aprobación por debajo del 45%, pero alegando, según él, que las encuestas están adulteradas. Dicen que son los mejores primeros 100 días de cualquier presidente en la historia. Hacen estas encuestas donde entrevistan a muchos más demócratas que republicanos. Si fuera una encuesta legítima, tendría 60 o 70 de aprobación. Son una panda de corruptos.、People. Trump ha felicitado a Mark Carney por su victoria electoral en Canadá y han acordado verse próximamente. El Partido Liberal del primer ministro ganó las elecciones con 168 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, cuando los sondeos pronosticaban desde hacía meses la victoria de los conservadores. Después de una campaña marcada por los aranceles y las amenazas de Trump a la soberanía canadiense, Carney se abre a negociar con la Casa Blanca como lo hacen dos naciones soberanas, sin vasallaje ni amenazas. Sí, Somos dos naciones soberanas. Hay una colaboración económica y seguridad necesaria, que será muy difícil. distinta Como era en el pasado. Estamos profundizando en nuestras relaciones con Europa y otros lugares del mundo y colaboraremos para el beneficio mutuo, pero en nuestros términos, no en los suyos. El cardenal Bechu renuncia a participar en el cónclave en el que se decidirá. Al sucesor de San Pedro. Bechu fue condenado por un tribunal penal del Vaticano a cinco años y medio de cárcel en 2023 por malversación de fondos y fraude, lo que llevó al Papa Francisco a despojarle de los derechos asociados al cardenalato. Existen dudas de si su participación en el cónclave era un derecho o una obligación y el temor de que pudiera impugnar el resultado. Bechu dice que se aparta por el bien de la Iglesia y continúa defendiendo su inocencia. Y a tres m e d i a mantiene su liderazgo y eleva sus ingresos anuales un 4,8%. Vuelve a superar los mil millones de euros en 2023. El Grupo A3 Media celebró ayer su junta de accionistas en la que se informó de los resultados obtenidos en 2024. Se aprobaron las cuentas anuales y el reparto de un dividendo de 0,68 euros por acción, un 62% más que en 2023. El presidente del Grupo Planeta, José Crehueras, destaca el crecimiento sostenido del grupo, su papel clave en el sector y la responsabilidad a la hora de informar ante situaciones como el apagón o las inundaciones en Valencia. Todos los que formamos nuestro Grupo de Comunicación asumimos, ahora más que nunca,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 Es t a es la p r e v i c i ó n del tiempo para el nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues ya es momento de mirar hacia adelante, al futuro, al futuro más inmediato que es este puente de mayo para el que lo tenga. Y lo que vemos cuando miramos el tiempo, el pronóstico, lo que vemos es una nueva borrasca. Ya la tenemos aquí. Ya se ha formado en el Atlántico, entre las Azores y Madeira. Ahí está su centro. Y desde ahí. Va a ir girando en los próximos días y va a condicionar el tiempo del puente. Ojo, no va a estar lloviendo todo el rato, no van a ser las temperaturas tan bajas como las de la Semana Santa. Es un panorama distinto. Es más, es más un ambiente cambiante de la primavera con temperaturas suaves, pero sí la probabilidad de chubascos distribuidos en muchas zonas de España y, sobre todo, los del viernes. Hoy ya empezamos con esos chubascos tormentosos por el oeste de la península y pueden ser fuertes en puntos del sur de Galicia. Extremadura o el oeste de Andalucía. Podrían llegar al final de la tarde a la zona centro. En la comunidad valenciana tenemos nubes como las de ayer por el viento de levante y en el resto de España sigue predominando el sol. En las zonas de tormenta ya bajan h o las temperaturas, pero en el resto pueden subir y mañana serán más altas. Mañana, primero de mayo, el frente debería cruzar pronto y tener una tarde bastante más tranquila. El viernes, ya con la borrasca encima, sí será probable que llueva en más zonas de España y con tormentas. El fin de semana no se marchan del todo. Pero ya debería llover menos. El primer comentario de la mañana con Marta García ayer. Buenos días, Marta. Buenos días, Carlos. Casi 48 horas después del apagón más grave sufrido en décadas en Europa, aún no sabemos las causas. El presidente del gobierno reconocía ayer no saber lo que ha pasado. No es solo que sea pronto para conocer el detalle técnico de la doble pérdida de generación eléctrica, que son los términos que se nos han dado para que toda la península ibérica se quedara el lunes sin electricidad. Es que el presidente todavía no descarta ninguna hipótesis, ninguna, ni el ciberataque, ni la avería, ni la negligencia. Red Eléctrica, que es la gestora del mercado, sí descarta que sea un ciberataque. Pero el presidente Sánchez no. Desautoriza a la empresa y anuncia su propia investigación. Es más, el presidente dice haberse enterado por la prensa de lo que dice el operador. Operador privado, insiste. En medio de una crisis en la que el gobierno quiere presumir de coordinación, el presidente dice que se entera por la prensa de lo que dice Red Eléctrica del Apagón. Una empresa participada por el Estado un 20% y presidida por una exministra socialista nombrada por este gobierno. Presidenta de la compañía, Que por cierto, sigue sin comparecer dos días después. O sea que a la vez que el gobierno pide paciencia para investigar a fondo el incidente y dice que solo nos informemos por fuentes oficiales, reconoce enterarse por la prensa de información relevante de esas fuentes. Mucha confianza no transmite que Red Eléctrica y el Gobierno tengan versiones contrapuestas. Muchas dudas, sí. Sánchez insiste en que es pronto para saber qué ha pasado, pero no para atribuirle la responsabilidad a los operadores privados y nucleares. Pide prudencia porque dice que es pronto para saber las causas del apagón, pero no para afirmar que las nucleares han sido un problema. Además, promete reformas para evitar que se repita. Y si esas reformas que promete el presidente dependieran del Gobierno, ¿no dependería también haberlas tenido hechas para prevenir el apagón? Muchos sospechan. ciego. La verdad no está transmitiendo. Moraleja, Marta. Siempre es pronto para asumir responsabilidades, pero no para echar balones fuera las autoridades. Son las 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero. Estamos estrenando la mañana del último día ya del mes de abril de 2025, que es miércoles y víspera, como cada último día del mes de abril de festivo, porque el primero de mayo p u e siempre s fiesta. Temperaturas máximas previstas para el día de hoy en nuestro país. La más alta la esperamos en Granada y va a ser de 28 grados. En Jaén y en Palma、eh, llegaremos a los 26, Madrid San Sebastián esperamos 24, también en Guadalajara y en,、ba、y en Valladolid llegaremos a los 24. Esperamos 23 en Oviedo y en Cuenca, también en Logroño, en Tenerife y en Santa. En Pamplona 22, como en Tarragona y también en Zamora. Barcelona 1-21, igual que en Valencia, igual que en Coruña, en Málaga, en Ceuta y en Melilla. Soria y Segovia esperamos 20 para hoy. Y la más cortita del día en Ávila y en Cáceres. Y va a ser de 17 grados. 17. la mano de Cachabán, le recuerden a medio minuto cómo estamos. Estrenando informativamente este día que trae Consejo de Ministros en miércoles y v í s p e r a de fiesta, con reunión en,、eh, extraordinaria en la medida en la que el Consejo de Ministros suele ser el martes. Bueno, en esta ocasión se, se reúnen hoy los ministros,、eh, previsión que se aprueben、eh, medidas para paliar las consecuencias que haya podido tener o que ha tenido el apagón. Está la c i d a diciendo que todavía es un poco prematuro, porque hay que, para calcular, digo, cuál es el coste económico que tiene privar de suministro eléctrico a todo un país. Durante n u e v en diez, e algunos casos hasta trece o catorce horas. n ¿no? Pacto económico sobre los comercios, sobre las empresas, sobre las fábricas, sobre los autónomos, en fin. El, pues, el, ¿Cómo pues se calcula eso? n o Y luego a quién se le piden cuentas, claro, que esta es la segunda parte. ¿Ante quién se presentan las o o c n t reclamaciones a quién s presentan r e las correspondientes? Contra Red Eléctrica Española,、eh, Redella, creo que o se llama, contra Red Eléctrica, contra las compañías. Que producen la electricidad y que, según Red Eléctrica, está sugiriendo por algún motivo que no se sabe cuál es, en sus plantas fotovoltaicas dejaron de producirla, contra el gobierno de España, que al final es quien tiene regulado y por tanto fiscalizado y supervisado el sector eléctrico, claro, contra quién. contra q u Igual é n i por eso están en la batalla esta del relato en la que están, sacudiéndose responsabilidades. Porque las responsabilidades al final tienen consecuencias también económicas. Bueno, l e s está teniendo ya para Red Eléctrica, para la reputación de la compañía y para su valoración、eh, económica de la propia empresa. El silencio de la presidenta Beatriz Corredor, ex ministra. Socialista,、eh, compañera de Ayuntamiento de Madrid de Pedro Sánchez, cuando él era、eh, concejal, el silencio de la presidenta pues, es verdaderamente llamativo en una situación como esta. Nunca antes se había producido una situación, un apagón, y nunca antes、eh, una presidenta de la empresa que se encarga de transportar la electricidad, la única que transporta la electricidad en España, que es Red Eléctrica, había tenido un silencio digamos, tan escandaloso. Además de esto que tenemos ¿vale? y del debate político, hay una reunión del PP europeo en Valencia que hace semanas parecía que iba a ser un grandísimo acontecimiento por el hecho de que fuera en Valencia, porque a ver qué hacíamos con,、eh, en el PP, qué hacían con el presidente Mazón, si、eh, acudía o no acudía, si lo inauguraba o no. Al final no ha ido Mazón, al final s e ha ido Feijó, están los colegas europeos de Feijó pues arropándole digamos, y aprovechando el apagón pues, para exigirle responsabilidades al gobierno de España. Por aquello de que es de signo contrario a quienes están allí reunidos. Y además de todo eso, tenemos al presidente Donald Trump que está haciendo balance v e r de a d d sus primeros 100 días al frente del gobierno de los Estados Unidos, al frente del país. Y su balance, sorpréndese, es francamente positivo. Bueno, francamente. Ha dicho Trump que todo el mundo coincide en que es el mejor presidente que ha habido nunca en la historia del país y el que más ha hecho en menos tiempo. Y le han dicho ya, pero que las encuestas están diciendo que su índice de aceptación está n El 40% y que es muy discutido.、Y、dice: Bueno, pero es que las encuestas、eh, están sesgadas porque preguntan sobre todo a los votantes del Partido Demócrata. Y entonces,、eh, claro, sale lo que sale. Si, si se hicieran de verdad, yo tendría c c a l un l o u índice de aprobación que te digo del i g o d 70 o así, el 70%. Ha dicho que quienes hacen las encuestas, s es que al final todos acaban en lo mismo,、eh, que quienes hacen las encuestas son una panda de sinvergüenzas. Para la s a u d i t Mucho antes del alma. No hacen pan, aunque podría. ¿Dónde está mi papel higiénico? Son la primera luz de la actualidad. Sala de prensa. Heraldos de la información. Póngame con un t a q u í g o Y paladines de la opinión. Caballeros de la e n s a Responden el día más que a los demás. Son. Cásese con un e n t e r a d o r con un pistolero, con un jugador tramposo, pero nunca se case con un periodista. La España que madruga. Madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días.、Carlos. Buenos días, a pesar de los operadores privados asquerosos, ¡viva、Daniel、el gobierno! Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días.、Ya、podemos decir que la radio es la raza a r i a de los medios de comunicación, ¿no? La raza superior. Pues, en fin, ¿qué quieres que te. Bueno, nada,、eh, Rosa Belmonte, buenos días. Muy buenos días, pero a mí ya me está empezando a caer mal toda la gente que dice que tiene radio. Escucho la radio de e l a ¿Cómo、bueno, te va a caer mal la sí, gente que dice es que e s tiene radio? Por favor. ¿Son los nuestros? ¡Qué muy mal! ¡Qué muy mal! l u e s t r o s q u é dice! ¡Prespose Casillas! Buenos días. Buenos días, Pues que escuche la radio que hoy tenemos Champions. Además, la radio a pesar de Rosa Belmonte. A pesar, a pesar, a pesar. Buenos días, Rubén Amor. Presenta tu dimisión, Rosa. Pero no, en pero. n c o h e r e n c i a o h e r e n c i a Pero la, la, la no, radio no, no. es una cosa obvia, no hay que decir, tengo radio, tengo una radio. Yo no, no tengo. la tengo gente no tiene radio. radio. Yo ¿Te no te tengo.、Necesito? He visto que hay una oferta ahora, pero que se h a disparado,、pues si、disparado los precios.、Sí? Se han disparado los precios, sí. Oye, que yo también tengo radio. <risa> pero yo no. <risa> un minuto y ahora habla. Me pilas, me pilas. Un minuto grande, un a i n u t o ¿Dónde el Sina? La bienvenida también al nuevo día a las empresas que empiezan bien temprano a dar el mejor servicio a sus clientes. Alicia, y hoy hablamos de una empresa que no solo madruga, trabaja las 24 horas. Es el Port de Barcelona, que mueve el 24% del comercio marítimo nacional. Para gestionar algo tan grande, necesitas la última tecnología como la innovadora red privada virtual 5G Standalone que ha desarrollado Orange Empresas para asegurar la mejor comunicación posible ante cualquier situación. Y sí, la han creado para el Port de Barcelona. i m a g i n a las soluciones que pueden ofrecer a las pymes, y e m p r e n d e d o r e s De nuestro país. Acércate a tu tienda o r a n g e llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresa. Orans está aquí. Más de uno en Onda Cero. Si siempre dijiste. Muchos de los productos agroalimentarios y pesqueros que tenemos en nuestro país. Calidad reconocida en la que se unen tradición y vanguardia, Alicia. Pues también son apreciados en muchos otros países. Es que están en nuestros frigoríficos y despensas y también en el resto del mundo. Porque son de calidad. Por eso decimos: compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Porque nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí. Es un mensaje del Gobierno de España. Más de uno en Onda Cero. d ó n d e el SINA. Hoy sí,、eh. son las 8 menos 17 minutos, una hora menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar la mañana. La primera de las cuales es. La primera de las cuales es la misma pregunta que hice ayer. ¿Qué ha pasado? La segunda. Pues no lo sabemos. ¿Lo sabremos alguna vez o la apertura de la clásica comisión intervenida nos garantiza que nunca, nunca accederemos a la verdad? La tercera. ¿Para qué nos hace falta saber la verdad si Sánchez ya ha encontrado a culpable? Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. ¡Ay, asqueroso! La cuarta. Operadores la cuarta. privados. La cuarta. El mal convertido en onomatopeya. Ahora bien, ¿qué tiene de privada red eléctrica cuando el Estado controla el 20% de las acciones y cuando su gestora, Beatriz Corredor, es una exministra de Sánchez designada a dedo? La quinta. Le preguntó Susana Griso a Beatriz Corredor si España podría sufrir el peligro de apagones. La pregunta es, ¿qué respondió ella? Y por tanto, yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo,、eh, que no cambie sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. No. No. La sexta. En este mismo sentido diccionario, ¿no fue Pedro Sánchez quien tranquilizó a los españoles hace cosa de dos años? No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano. Nada. Ni nada, de nada. Escenas no, apocalípticas. Que, que nada. Nada. Nada. Nada. Nada. n a d Nada. Nada. c i o Nada. n a d Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. d a Nada. Nada. Nada. n i d a Nada. Nada. Nada. n a s a Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. n a a Nada. n a a Nada. Nada. a d a Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. n a a Nada. e r d a Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. n Nada. Nada. Nada. n Nada. ¿La media que es la última? Podemos irnos de puente ya que ha pasado el apocalipsis. <risa> pues no. ¿No? No、los periódicos、no? de esta mañana de qué tratan, Dani. Todavía no existe una causa 100% confirmada de lo que ocurrió para que se produjera el gran apagón. Los periódicos más cercanos al gobierno guardan silencio en ese sentido y no descartan ninguna posibilidad. En cambio, hoy mueven ficha los periódicos más cercanos a la oposición y dan prácticamente por hecho que lo que fundió los plomos fue un exceso de energías renovables en el funcionamiento del sistema español. Los dos ejemplos más claros: ABC, la falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica. La razón: el exceso de confianza en las renovables causó el apagón. El mundo desliza esta misma posibilidad, pero con una noticia no distinta. Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, ignora las alertas sobre las renovables desde hace cinco años. Sus técnicos han advertido desde 2020 del riesgo de la entrada masiva de las energías verdes. ¿Cuál es entonces la portada en el río más cercano a Moncloa? a l país. Sánchez señala al sector eléctrico. El presidente aprieta a las empresas energéticas y a Red Eléctrica en una reunión en Moncloa. Exige responsabilidades y anuncia reformas en el sistema. Lo de las reformas es contradictorio porque si no sabe qué ha pasado, ¿qué corchos va a reformar? El país sí recoge que Red Eléctrica avisó hace dos meses de riesgos severos por el peso de las renovables, pero en su editorial dice: cuestionar la transición verde es querer abrir un debate interesado y falaz. La vanguardia, tradicionalmente cercana al gobierno, titula así su portada. Red eléctrica atribuye el apagón a una parada de las fotovoltaicas, pero ese editorial llama a la prudencia y no señala a las renovables. Total, que tenemos por un lado al Mundo, la Razón, ABC, el Español y el Confidencial acusando al gobierno de anteponer la ideología en la gestión de la crisis y en el otro al país refutando esta posibilidad y a la vanguardia en medio. ¿Y qué otras? ¿Qué otras o qué.? ¿Otras? s ¿Qué? O que otros. Luciérnagas, encuentras esta mañana en esos prados. Resplandecientes de la información que, según tú, son los p e r i o d i s o a s Muy lindo, hoy、sí, no, s es es que, que no, no, no son Lo a frases estas, s l peor de todo es que, al desconocer el gobierno las causas, nos exponemos a otro apagón. Publica la razón un reportaje sobre las grietas del sistema que, que nos exponen a ese otro apagón. El confidencial. El gobierno lleva cinco años sin la estrategia vital de seguridad para el suministro eléctrico. El Consejo de Seguridad Nacional declaró en 2020 que era de v i t a l importancia adoptar una nueva estrategia para prevenir fallos, pero Moncloa no ha tomado ninguna medida para elaborarla. El El mundo recuerda que la ausencia de luz provocó la muerte de cinco personas: una familia intoxicada por un generador, una mujer fallecida en el incendio provocado por una vela y otra señora por falta de, de respirador. Voy ahora con la otra noticia más destacada del día: el dedo acusador de Sánchez. El español Sánchez apunta a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, pese a que la nombró él para gestionar el modelo energético. Del SOE, veámoslo por el lado positivo. Por fin Sánchez acusa a alguien que no es de derechas. Cito este párrafo. En el Ejecutivo hay quien admite la dificultad de sostener ahora el relato del cierre de las nucleares, pero ven firme a Sánchez en su decisión de clausurarlas. Y ojo a estas palabras de Jordi Sevilla, expresidente de Red Eléctrica y también exministro de Zapatero. Dice: El sistema se planificó desde un despacho con demasiado mesianismo renovable. Claro, ¿cuál es el problema de la acusación de Sánchez a Red Eléctrica? Que lo que el presidente dibuja como empresa privada es una empresa semipública cuya presidencia la elige el gobierno. Al ser el Estado accionista mayoritario con un, con un 20% de, de esas acciones. Tampoco privada es、eh, Red Eléctrica, que Corredor fue elegida por su trayectoria socialista y sin ninguna experiencia en el sector. Zarzalejos ironiza en el confidencial Red Eléctrica, empresa privada como Telefónica, y el mundo titula Operador Privado, Enchufe Público. Gracias, Dani. A ti, iluminado patrón. Ahora despegamos con Iberia. En la hoguera de Belmonte, e q u e arde esta mañana, Rosa? Pues en el país titulan La Cañada Real, donde los apagones no asustan desde hace años. Destaca sus generadores y sus placas solares. A ver si va a ser el modelo. En ABC llegó el día del preparacionista. Y dicen, no éramos ningunos frikis. Hubo civismo, pero no nos engañemos. Si hubiera faltado agua, la ley de la jungla habría reinado. Y también sacan a una pareja nómada que sobrevivió con Stalin, r ¡viva g Stalin! r g Pero en、pues, realidad lo que tenía en su furgoneta era agua y gas para cocinar, aparte de, de, de internet. En todos sitios, en el mundo, en el país, en A veces la razón, unos niños a los que el apagón les dio igual. Detenido un matrimonio por encerrar a sus hijos durante cuatro años. Entre ocho y doce años tenían y dormían en cunas y estaban entre excrementos en su casa en una zona rural de Oviedo. Más niños. En el periódico de Cataluña, el jefe de patología del Clinic dice que las niñas ya beben más que los niños. En la vanguardia sale un, un filósofo y profesor de Yale, ya no lo será, supongo, que dice: huyo de Estados Unidos para que mis hijos no crezcan bajo el fascismo. O sea. Eh, los 100 días de Trump. Según el país, 100 días de venganza y amenazas consumadas. En el mundo, los 100 días de Trump, esta vez、eh, gobierno el país y el mundo, dice. Y Mudita, o sea, Beatriz Corredor, el día del apagón、eh, hizo un twist contra Trump. 100 días de miedo, caos y abusos de poder. Y quedan 1363. Pero le falta un punto, que si no, 1363 un día de la Edad Media, como el lunes. Eh, Machado en la academia, sacristán está en todos los periódicos, sacristán, Pepe sacristán leyó su discurso, Juan Mayorga le dio réplica haciendo de Azorín, Serras Cantó y Guerra, que era el comisario de la exposición, también intervino. En la razón destaca n una frase del discurso: Lo bien dicho solo me seduce cuando dice algo interesante. En el mundo, en el país, en ABC, Trump ataca a Amazon por sus planes para informar del impacto de los aranceles c i o en sus precios. La vanguardia,、eh, una página donde atacan a los papables. A p a r o l i n le llaman ya Papolín y a Tagle le recuerdan que un día cantó Imagine. donde Qué se, horror. Donde no, pone, va, eso lo elimina, ¿eh? Pero se dice un mundo sin religión. Es por eso, no, por, no porque sea、ah, una canción horrible.、Uf. En el mundo, las radios han están un 63% más caras tras el gran apagoño. En ABC, la ferretería es un negocio que agota e x i s t e n c i a de entrecado. Y la mejor noticia de todas en la vanguardia. p e t a pide a c h a y a n n e que cambie el título de una canción. Torero por bombero. Torero, bombero, poner el alma en el ruego que a n t e s más que apagan los oyentes la radio. Ahora el despertar liberal、eh, claro. de Carlos Rodríguez Brown con estas、Ojo. noticias de empresa,、profesor. Ya, m i s m o expansión sobre el choque entre Sánchez y las eléctricas, pues no ha colado. No ha colado en un editorial, dice expansión sin explicaciones y sembrando dudas. Arremetió Sánchez contra las empresas, los defensores de la nuclear, etc. Concluye expansión. Sánchez repite así la estrategia seguida en crisis precedentes, como la pandemia, la inflación o las riadas. Señalar culpables antes de ofrecer una explicación razonable de lo sucedido. Y al final, este sectarismo no va a servir para poder extraer las lecciones de esta crisis y tomar las medidas para que no pueda repetirse. Muy bien, cinco días, Criteria, César Simón, nombra a Reynés. Hombre fuerte, el economista Antolín cierra plantas en España tras perder 29 millones. Presta Económica Internacional, Financial Times, el principal asesor de Trump, Myron, pues intenta tranquilizar a los inversores, pero no lo consiguió. Mira el Wall Street Journal, caen las exportaciones de China. La última encuesta dice que más del 80% de los directivos de Estados Unidos están preocupados Por los aranceles. ¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, roto en el país. Van Don Quijote y Sancho por la mancha, que está llena de paneles, y el Quijote avisa: el mago Merlín ha transformado los campos de trigo en malandrines solares. La denominación de origen Rueda sigue apoyando el sector de la restauración y nos anima a ir a los bares a disfrutar de un vino blanco de rueda y a compartir tiempo, a compartir risas. Compartir es vivir, compartir es rueda con Félix José Casillas. Y en el pico más alto y tras una desconexión histórica son el Barça y el Inter, rivales esta noche en el primer episodio de la semifinal de la Liga de Campeones. l o s de a z u l g r a n a con la tensión recuperada, tras el título de Copa con el energético Lamin Yamal en plena crecida mediática y luciendo a sus 17 años palmarés y brackets en la rueda de prensa. Los interistas, apagados, con tres derrotas consecutivas, van a buscar. Una grieta en el sistema culé. De la final está un poquito más cerca el operador francés PSG, porque en un comienzo eléctrico, d e m b é l é acertó con la red del Arsenal y el equipo parisino que ganó 1-0 es ahora el señalado como favorito. El que intenta recuperar la normalidad es el Real Madrid, aunque se agravan sus problemas con los centrales, triplete de lesionados y momento de asumir responsabilidades con Mendy, Alaba y Rüdiger, este último operado y sancionado con seis partidos por quedarse a oscuras y perder el control en Sevilla. Se oscurece también el futuro de Ancelotti como seleccionador brasileño y se insiste en que el Real Madrid busca un generador de juego en el mercado. Pero el precio a pagar será muy alto. El señalador es t u Mendy, futbolista de la Real s o c i e d a d y sigue enganchado el Real Madrid y la Euroliga. Ganó Olimpiacos esta tarde, lo va a intentar el Barça contra el Mónaco. En seis minutos, las ocho, siete en Canarias. Ahora seguimos. Vale. Buenos días. Alsina, ¿qué hora tienes? Las ocho de la mañana, siete de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 30 de abril del año 2025, víspera de jueves festivo y con electricidad en todo el país. Enhorabuena por las dos cosas.、Que、tenemos luz en toda España y porque mañana es día de holganza para la mayoría de, los, la mayoría de los españoles. La radio es un servicio público y por tanto no descansa nunca, como usted sabe y como además se ha comprobado en estas últimas horas. Bueno, en la España del rearme, el presidente Sánchez abre otra guerra. Marca de la casa. Guerra al sector eléctrico para que rinda cuentas por el apagón, esto de a mí que me registren y los demás que se expliquen. Y ofensiva para mantener viva la hipótesis del ciberataque con sugerencia incluida de que en el sector eléctrico están ocultando cosas. Estamos analizando e investigando esos cinco segundos. cinco esos cinco segundos. ¿Qué pasó en esos cinco segundos en que una oscilación muy fuerte en la potencia o dos episodios o incidentes de oscilación en la potencia y de falta de generación, como dice la red eléctrica? どうしても、このようなものを使うことができます。 Cuando el suministro se fue a cero en toda la península. Red Eléctrica habla de esto, de una oscilación fuerte de la potencia, pero como no ha explicado aún a qué se debió esa oscilación, o sea, qué es lo que pasó el lunes que no haya pasado ningún otro día para provocar la desconexión de todo el sistema eléctrico, el presidente, a la vez que pide que no se especule, especula él con el ciberataque. El Centro Criptológico Nacional. También, lógicamente, el INCIBE están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis, no solamente en las redes de transporte, sino también en la generación. No solamente en red eléctrica, sino en las empresas propietarias de las centrales, que es a lo que el presidente se refiere cuando habla de la generación, o sea, de las compañías que son las propietarias de las decenas de centrales o de plantas de electricidad, de, de producción de electricidad solar. Que hay en España, singularmente en Andalucía y en Extremadura, que es donde Red Eléctrica tiene detectado que se produjo la caída de、eh, generación o de producción o de como se, se le quiera llamar. Claro, si uno pone el acento, como hizo ayer el presidente, en los sistemas informáticos de las compañías, si uno elige el verbo descubrir para referirse a la investigación abierta. Nuestra segunda prioridad es descubrir qué ha pasado. Descubrir. O repite la palabra descubrir. Pesquisa en esa misma línea de destapar aquello que alguien mantiene oculto. Nuestro objetivo es continuar con las pesquisas para saber cuáles son las causas, el origen de esta crisis de electricidad. Las pesquisas, descubrirlo, pues cabe hay poca duda de cuál es el objetivo. Y el objetivo es poner en duda la versión que ha dado Red Eléctrica. Y poner bajo sospecha a todo el sector eléctrico, es decir, a las compañías propietarias de las centrales fotovoltaicas. Red eléctrica, porque Red eléctrica tiene descartado que se haya producido un asalto a su sistema informático, un ciberataque. O sea que, naturalmente, que está muy bien que el presidente del gobierno reclame información y reclame transparencia al sector eléctrico y a las empresas que lo integran, porque es verdad que las empresas son las responsables de producir la electricidad y una en concreto. La responsable única de transportar la electricidad por todo el país, que a eso es a lo que se dedica Red Eléctrica Española. Bien está que el presidente reclame información y transparencia.、Eh, está un poco menos bien, digamos, que diluya el papel dominante que tiene el Estado en la empresa que distribuye la electricidad. En el transportista único, dice Red Eléctrica Operador Privado. Hombre, el accionista de mayor peso es la SEPI, pero de muy mayor peso, porque la SEPI tiene el 20%. Y el segundo accionista creo que es Amancio Ortega, que debe estar en el 4, por ahí. O sea que ya me dirás tú quién toma ahí las decisiones. Ya me dirás tú si no es un secreto a estas alturas que quien decide la presidencia de Red Eléctrica con este gobierno y con los anteriores es el gobierno. ¿O v es casualidad que los presidentes de Red Eléctrica hayan sido exministros? Ahora la señora Corredor, antes el señor Sevilla. Antes fue Luis Atienza. Bueno, estuvo folgado que no llegó a ser ministro, pero casi que fue secretario de Estado en la etapa de Rajoy. Y, y luego está mal que el presidente esparza dudas, recelos, insinuaciones, sospechas, en lugar de ofrecer alguna certeza en su comparecencia. Porque en toda su comparecencia de ayer solo mencionó una hipótesis. Dijo: Bueno, hay varias hipótesis, ya veremos cuál es la p e r o él solo mencionó una, que es la del ciberataque. Claro, ¿cuáles son las otras, presidente? ¿Qué Otras contempla. O sea, veamos lo que ha pasado en estas últimas horas. El gobierno se defiende de quien le reprocha tardanza en dar información, alegando que no pudo dar información el lunes hasta que no tuvo la información que le facilitó Red Eléctrica. Sartenazo por el retraso en facilitar información. La información que facilitó el gobierno a la opinión pública, por tanto, fue la que le había proporcionado Red Eléctrica. El gobierno dio por tanto por buenos los datos sobre el apagón y sobre el restablecimiento paulatino del servicio que le estaba facilitando Red Eléctrica. Pero. Cuando Red Eléctrica dice que no ha habido un ciberataque, esto el gobierno dice que no. Esto lo pone bajo sospecha. Tenemos un gobierno selectivo, como se ve. Todo lo que ha contado Red Eléctrica le parece ajustado a la verdad, menos esto último, que es que no hubo ciberataque. Claro, si no se fía de esto, ¿por qué se fía del resto? Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad. En las instalaciones de red eléctrica, en el centro de control de red eléctrica. Esto es lo que dijo ayer Eduardo Prieto, que es el director de operaciones de red eléctrica. Dicen, nuestras instalaciones no ha habido ciberataque. Por eso el presidente luego dice, bueno, pero también los operadores que generan la electricidad habrá que ver los datos de sus sistemas informáticos. Ojo, el señor Prieto no solo descartó que hubieran sufrido un ciberataque en red eléctrica, es que lo hizo añadiendo que tanto el CNI como INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, o sea, dos departamentos、eh, gubernamentales, Que tanto el CNI como el INCIBE han estado trabajando con la compañía en ese proceso que ha llevado a la compañía a concluir que no se produjo un ciberataque. Hemos tenido la, la colaboración、eh, del CNEPIC, INCIBE, del CNI y, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión que pudieran haber ocasionado el, el incidente. Eso es. Repasemos de nuevo. Contando con la asistencia del CNI y del INCIBE, departamentos de la administración, por tanto del gobierno, Red Eléctrica concluye que no hay indicio alguno de ciberataque, pero sale luego el presidente para anunciar que el INCIBE va a hacer sus propias pesquisas para descubrir si ya ha habido un ciberataque. Desde el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional se está trabajando en saber si、eh, ha habido o no ataques informáticos. Ataques en plural, ¿eh? O sea, Red Eléctrica invoca al INCIBE para descartar que haya habido ciberataque, el presidente invoca al INCIBE para mantener viva la idea del ciberataque. Seguro que a Sánchez. Le guía la mejor de las intenciones. ¿Cómo dudarlo conociéndole? La mejor de las intenciones. Seguro que todo lo que le mueve es la obligación de esclarecer lo ocurrido para garantizar que nunca más suceda. Seguro que está en lo cierto cuando señala que la responsabilidad de producir y distribuir la electricidad no es del gobierno, sino de las empresas, aunque una de ellas la controle claramente el gobierno. Y seguro que en absoluto pretende sacudirse la parte que le pueda tocar en el desastre del lunes. Pese a que el plan para ir modernizando la infraestructura eléctrica lo diseña y lo aprueba el gobierno, seguro que en absoluto pretende sacudirse la parte que le pueda tocar, aunque a la vez celebre, eso sí, como un éxito del gobierno, la recuperación, el restablecimiento, entre comillas, rápido del, del servicio. Seguro que todo eso es cierto. Pero claro, ocurre que uno al final recoge lo que antes ha ido sembrando. Y si hay dos características que en estos siete años casi ha cultivado el presidente, son el conflicto. O sea, ir al choque cada vez que tiene ocasión de confrontar con alguien y construir relatos. Favorables a sí mismo, ¿se entiende? Generar la narrativa que le permita siempre atribuirse lo bueno y señalar culpables de lo malo. Cuando uno cosecha lo que ha sembrado, o como uno cosecha lo que ha sembrado, pues es inevitable que una comparecencia como esta de ayer sea analizada a la luz de los antecedentes que ya tenemos. ¿no? Marca de la casa. En cada crisis, ver una oportunidad. Y En esta crisis, el presidente d a b i d o debe ver no una, sino dos oportunidades. La oportunidad de reivindicar la inversión en seguridad, antes llamada defensa, por el efecto demoledor que pueden tener los ciberataques en las infraestructuras de nuestro país, por ejemplo la eléctrica, y la oportunidad de desdeñar las centrales nucleares como elemento perturbador del sistema. Porque ambas cosas las hizo ayer el presidente. Estos igual eran los dos objetivos de su comparecencia. Uno, mantener viva la hipótesis del ataque contra lo que tiene dicho Red Eléctrica y en sintonía con el argumentario presidencial en favor del rearme. Dos, cargar contra la energía nuclear en contra de los partidos y alcaldes, algunos socialistas, por cierto, y el PSO e de Extremadura, que demandan la continuidad de las centrales nucleares. En contra de esas posiciones y en sintonía con el argumentario presidencial a favor de su cierre con calendario incluido. De cada crisis, dos oportunidades. Un rato después recibió el presidente de la Moncloa a personas con nombres y apellidos y dice: Operadores privados, operadores privados. Bueno, pues ya sabemos quiénes son los operadores privados porque son los convocados a la reunión de ayer: Iberdrola, Endesana, Turgía, c c i o n a Eléctrica de Portugal y Red Eléctrica Española. Muy cordial la reunión, ya se imagina usted, muy cordial la reunión. Puso un tuit d e l presidente en el que dice que les ha agradecido su labor, que les ha pedido que colaboren con los organismos independientes para esclarecer lo ocurrido, que es una forma de sugerir que si no se lo piden no van a colaborar. Solo hay que ver los semblantes de los, de los presentes en esa reunión fiscalizadora para comprobar el buen ambiente que se respira entre el sector y el gobierno de España. El sector e l é c t r i c o es un sector plenamente regulado y supervisado por la administración. Y añadamos a esto el, el, al paisaje e e s t general de, de, de, de después del apagón. Añadamos el sorprendente silencio de las compañías eléctricas señaladas por el presidente del gobierno. Nadie quiere decir nada abiertamente en los medios. Una nota de prensa igual de tres o cuatro párrafos, pero. La、eh, incomprensible incomparecencia de la presidenta de la Red Eléctrica Española, ese operador privado sui generis, la señora Corredor. ...que Fue ministra socialista, como les decía, y además fue concejal en Madrid en, en los tiempos de Pedro Sánchez, como concejal en e la y u n t a m i e n t o de Madrid. O sea que coincidieron y tuvieron una relación estrecha. Dice si no, de que Beatriz Corredor iba a haber llegado a ser presidente de RDLT. De... Bueno, y cuyo antecesor, el señor Sevilla, también es ministro, ¿verdad? Curiosamente, ha escrito en cinco días que el gobierno viene haciendo oídos sordos a las demandas del sector para que se invierta en mejorar la red de transporte, de electricidad y para que se vaya más despacio. En la sustitución de las energías tradicionales por las energías, en concreto la fotovoltaica, porque tiene algunas contraindicaciones técnicas que lo que requieren es ir actualizando a tiempo el sistema para ir venciendo esas contraindicaciones. Escrito Sevilla, esto del mesianismo renovable. Y añadamos, en fin, que no solo ha sido el presidente quien ha usado el apagón como argumento para el nuclear, es no. La patronal catalana lo está utilizando el apagón como argumento para el nuclear, es sí. Aquí llega Sánchez Gibra, exdiputado en Cortes, para dar por cerrado el debate sobre la energía nuclear, para darlo por cerrado a su favor, se entiende. El gobierno español no puede prescindir de la energía industrial de las centrales nucleares. Por lo tanto, para mí, a partir de hoy, el debate sobre la, la vida de las centrales nucleares se ha acabado. Pues será para usted, claro. Para mí, pues será para él. Porque acabarse este, este debate no se acabará nunca. El debate sobre las. Para el gobierno también se ha acabado el debate sobre las nucleares, pero en sentido contrario. Hay que cerrarlas. Y un, un porcierto por que añado a todo este paisaje que venimos contando. Iba a haber sido ayer cuando el Consejo de Ministros aprobara el proyecto para topar la jornada laboral en 37 horas semanales. Como pasó lo que pasó el lunes,、eh, Sánchez dijo que lo dejaba para hoy, víspera del primero de mayo. Bueno, ahora tampoco va a ser hoy. La aprobación se aplaza de nuevo. Sin novedad, en el Frente Parlamentario, que es donde Sánchez Gibre se está moviendo para tumbarle a Yolanda Díaz este proyecto. Intentar influir, explicar a todas las fuerzas parlamentarias que nos, que nos quieran escuchar de la posibilidad de poder implementar una enmienda a la totalidad. u n en enmienda a la totalidad significa tumbar el, el, proyecto de la, el proyecto del Gobierno. Sánchez Gibre, esta es la patronal catalana que, según contó aquí la vicepresidenta d 2, señora Díaz, visita con frecuencia a Puigdemont. ...e Influye n las decisiones de p u z z l e m a n Y es en quien ella confiaba, no solo para que Jones aportara sus siete votos, sino también para que arrastrara consigo a Garamendi y este, a su vez, arrastrara a Feijó, de tal manera que la reducción de la jornada se aprobara no ya por mayoría en el Congreso, sino por aclamación. Totus, Tus, Yolanda. Y a ser posible, pudiendo anunciar esa inminente o futura aprobación en la víspera del primero de mayo. Sueños frustrados. Esta es la crónica de lo que no va a pasar. Los Alsina en Onda Cero. Onda Cero a las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta. Las autoridades investigan la muerte de al menos cinco personas en varias localidades de Galicia, Madrid o Valencia durante el apagón de este martes en todo el país. En el caso de algunas de las víctimas, las primeras hipótesis apuntan a la inhalación de monóxido de carbono como causa más probable del fallecimiento. Donde acero Urense, Jesús Álvarez. Las víctimas son un matrimonio de 81 y 71 años y su hijo de 56 a los que el ayuntamiento de t a b u a d e l a había cedido un generador porque el anciano padecía problemas respiratorios y querían garantizarle la atención el día del apagón. El aparato fue colocado en la bodega de la vivienda, pero supuestamente el monóxido de carbono que desprendió se extendió a las habitaciones superiores donde la Guardia Civil encontró los cadáveres. A espera de la autopsia, el juzgado de Guardia de Urense investiga si se trató de un problema del generador o de falta de ventilación. y El ayuntamiento ha declarado dos días de luto oficial. El corte de suministros ha provocado problemas en la desaladora de Carboneras. En Almería, el gobierno trabaja para reiniciar el sistema que permite abastecer de agua a 140.000 vecinos del levante almeriense. En Cataluña siguen afectadas las cercanías. Renfe ha trabajado toda la noche para tratar de recuperar el servicio de acero Barcelona-Monseváis. t Esta mañana, la compañía ferroviaria ha informado que en algunas estaciones de Cataluña pueden no funcionar correctamente l o s t e m a s de información y venta por averías provocadas por el apagón. Según destacan, sí que se ha conseguido recuperar el servicio en casi toda la red ferroviaria, pero hay dos líneas que registran incidencias. La línea R3 no funciona entre Vicky y Ripoll y se ha tenido que gestionar un servicio alternativo por carretera. Y en la R4 hay una avería en la señalización que puede provocar demoras de media hora. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar de oficios y el apagón en España y Portugal fue la consecuencia de un sabotaje informático. El juez Calama ha pedido informes al Centro Criptológico Nacional, la Red Eléctrica y también a la policía. El presidente del Gobierno anunció ayer el, que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y la Comisión Europea también ha anunciado su propio informe independiente, corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos. La legislación europea obliga a realizar dos informes en paralelo en caso de incidentes tan graves como este. Uno a cargo del país concernido, España, para el que habrá tres meses, y luego otro a cargo de un grupo de expertos independientes a los que la Comisión Europea va a encargar que saquen sus propias conclusiones de aquí a seis meses. Este último será un informe que va a narrar lo sucedido segundo a segundo de forma detallada y va a incluir también una serie de recomendaciones para que nunca vuelva a ocurrir algo parecido. De momento, fuentes comunitarias no han entrado a especular cómo ha podido afectar el bajo nivel de interconexión entre Francia y España. Mientras los socios del gobierno Podemos, Esquerra, Juns t y BNE, Han pedido al presidente Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre qué sabe del origen del apagón y sobre la gestión del Gobierno. Es evidente que el Gobierno tiene que comparecer y dar todas las explicaciones en cuanto las tenga. Sánchez comparecerá en efecto el próximo 7 de mayo. También se han solicitado las comparecencias de los ministros de Transición, s a r a Gessen Transportes, Oscar Puente e Interior, Fernando Grande m a r l a s k a así como de varios secretarios de Estado y de la presidenta de Red Eléctrica de España. Más de uno en Onda Cero. Ahora de la mano de Toyota con Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años, llega... La sección de autoayuda de Jorge Freire. No nos hagamos daño. Buenos días, Jorge. Buenos días, don Carlos. ¿Cuál es el consejo de esta mañana? Pues aquí va, que no se nos fundan los plomos. Allá por 1962, el filósofo y jurista Carl Schmitt llegó a Madrid, invitado por Manuel Fraga, para dar una charla en el Instituto de Estudios Políticos. Y resulta que aquel discurso encendido de referencias teológicas y truenos conceptuales fue tan chisporroteante que al terminar saltaron los plomos. Literalmente, el auditorio quedó a oscuras. Pues bien, este lunes, a eso de las 12 del mediodía, unos cuantos escuchábamos al gran historiador Alejandro Rodríguez de la Peña. Que estaba impartiendo una lección magistral sobre Dante en el CEU y de pronto, ¡zas! se hizo la oscuridad. No digo que la culpa fuera suya, ¿eh? aunque tampoco me atrevo a asegurar que no lo fuera. Como la charla era sobre Dante, algunos pensamos que quizá era una escenificación para que conociéramos las tinieblas y la confusión del infierno dantesco. Y sin embargo, nos dimos cuenta de que una cosa es que se fundan los plomos y otra. Muy distinta y mucho más grave que la vida funda a negro, porque en cuanto llegamos a casa encendimos como abuelitas el transistor. Y el chasquido de la ruedecilla fue como prender una vela en medio de la penumbra. Allí estaba la radio, iluminando con la voz templada de quien no necesita imágenes para hacerse ver. En conclusión, Jorge. Si alguna enseñanza cabe sacar del apagón de anteayer, más allá del noble arte de comer sardinas a la luz de una vela, es que la pantalla parpadea, pero la voz permanece. Así que pongamos pilas al transistor y no nos hagamos daño. Hacer yoga o salud.、Pues、a l coche eléctrico porque cada vez más personas apuestan por la movilidad eléctrica, que es una forma pues de desplazarse más eficiente y respetuosa. Y para que sea accesible para todos es importante contar con una amplia red de puntos de recarga. Por eso, Iberdrola, que tiene la red más extensa de España, facilita la transición al vehículo eléctrico para que elegir un futuro más limpio y saludable, además de ahorrar, p u e sea s más fácil para todos. Iberdrola, por ti por el planeta, es empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Son las 8 y 20, una menos, en Canarias. Estos son 2-0.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 Estamos iniciando el 30 de abril del año 2025, que ya es víspera del primero de mayo, que es jornada festiva, como venimos recordando, sin otro ánimo que el de hacerles más agradable lo que queda de jornada laboral, sabiendo que mañana la mayoría de las personas, o sea, casi todos ustedes, pues no tienen que trabajar, a diferencia de, pues, de aquellas personas que tienen una obligación pública con sus audiencias y que por tanto tendrán que estar ahí al pie del micrófono, como siempre. Se produjo ayer un hecho que nunca antes había sucedido. Y que no guarda relación alguna con el suministro eléctrico. No fue electricidad, fue literatura. Fue leído ayer el discurso de ingreso en la Real Academia de un académico que en realidad no podrá ingresar jamás en la Real Academia. Su nombre, Antonio Machado. Su voz, Pepe Sacristán. Perdonadme que haya tardado más de cuatro años en presentarme ante vosotros. Todo este tiempo ha sido necesario para que venza yo ciertos escrúpulos de conciencia. Tengo muy alta idea de la Academia Española. Me habéis honrado mucho, demasiado, al elegirme académico y los honores desmedidos. Perturban siempre el equilibrio psíquico de todo hombre medianamente reflexivo. Así empezaba o así empieza el discurso que Machado nunca llegó a pronunciar en la academia, pidiendo disculpas por haberse demorado tanto. Los cuatro años en realidad se han convertido en 94 años para que se escuchara este discurso. Antonio Machado fue elegido académico en el año 27. El plazo para pronunciar su discurso de ingreso era, terminaba en el año 31, porque en aquella época había cuatro años de plazo para escribir el discurso. Hubo polémica en su elección, porque aspiraba también al sillón de la Real Academia un jurista llamado Alcalá Zamora, cuya candidatura había sido boicoteada por Primo de Rivera.、Y、luego, cuando llegó el año 31, resulta que el aspirante frustrado, o sea, Alcalá Zamora, se convirtió en el presidente de la República y que Antonio Machado, el poeta, desembarcó en la actividad política al frente de la agrupación al servicio de la República. Total, que el discurso se quedó ahí. El discurso, que en realidad es una respuesta a la pregunta: ¿qué es la poesía? Y por eso nunca llegó a escucharse en la sede de la Real Academia hasta que ayer sonó, sevillano de espíritu, el discurso, pero con acento de chinchón. No todo para el poeta de ayer tiende a ser el campo vedado para el poeta de hoy. Los amores, no el amor ingénere, los deseos y apetitos de cada hombre, su íntimo y único paisaje, su historia tejida de anécdotas singulares. Los amores. Y los deseos. Bueno, durante todo el acto en la academia ayer se mantuvo sin sobresaltos el suministro eléctrico, que esto es la noticia en realidad de ayer en España, que hubo luz durante todo el día. España, de regreso del paréntesis analógico, como lo llama hoy el diario El País, el paréntesis analógico, que para muchos fue un poco nostalgia analógica también, y que llevó a determinados productos a disparar sus precios, como cuenta e l mundo. El de los transistores se ha disparado un 63%, el precio del camping gas ha subido un 547%, el de los generadores de electricidad un 6 639%. por ciento. Lo que más se ocupan hoy los diarios es de la controversia. Sobre las causas del apagón, sobre sus responsables, sobre la factura que Sánchez está pasando al sector eléctrico y sobre la situación comprometida en que ha quedado una exministra de nombre Beatriz Corredor. h a c e e contado que por la presidencia de la red eléctrica no han parado de desfilar exministros o similares en los últimos años. El último ingeniero. De formación, que presidió la compañía fue Pedro Mielgo hasta el año 2004. Luego ya han venido Luis Atienza, Jordi Sevilla, el señor Folgado y la señora Corredor, economistas o, u otras cosas, pero no ingenieros. Bueno, y sobre todo políticos.、Claro. La presidenta actual se gana hoy el titular de portada del mundo y también del español. En el mundo dicen: Corredor ignora las alertas sobre las renovables desde hace cinco años, que son los que llevan e el cargo. ¿Qué alertas? Pues el riesgo de que la entrada masiva de energías verdes. La, el riesgo no es porque sean verdes,、eh, que tienen muchas ventajas y muchos beneficios, sino porque son energías asíncronas. Esta es una circunstancia técnica que los diarios hoy se esfuerzan en explicar a sus lectores, como aquí nos esforzamos en explicar a los oyentes y a nosotros mismos, igual con resultados poco satisfactorios. Ya dice David Mejía en el mundo que todo es tan técnico, gigavatio, generación, sistema, asíncrono,、no、s é q u é que se hace irrelevante y que no consuela. Bueno, asumamos los periodistas a m nuestra n impotencia para explicar determinados procesos a ciudadanos comunes y corrientes cuando no hemos estudiado una palabra de todas estas cosas y no se ha dado de b o sea, es que... El español lo que dice es que Sánchez le ha puesto la cruz a Beatriz Corredor. Que tanto ella como él venían asegurando que un apagón como este no podía producirse. Leo en la crónica dice: Miembros del gobierno están muy sorprendidos y molestos con que la presidenta de Red Eléctrica no haya dado ninguna explicación a pesar de su larga experiencia política.、En、el artículo 14 recuerda hoy, o recuerda una analista, que la red de transporte de la electricidad en España es un monopolio y que el plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad es competencia del gobierno y se aprueba en el Consejo de Ministros. Martí Blanque escribe en el Confidencial que esta machacona insistencia en la responsabilidad del sector privado. prueba Lo rápido que Sánchez culpabiliza a las empresas cuando la excepción ibérica le sale cruz. Ignacio Varela menciona que el empeño del presidente en mantener viva la hipótesis del ciberataque contra la tesis de red eléctrica es resbaladizo, el empeño, y puede conducirle a emular a Aznar en 2004. No lo explica Ignacio, pero creo que se, se refiere a. Mantener viva la hipótesis de ETA en el 11M, que es lo que hizo José m a r í a n d r a en aquel tiempo. El país hoy se hace eco de que hace solo dos meses Red Eléctrica advirtió de riesgos severos por el peso de las renovables. En el informe anual a sus inversores, informó del peligro hipotético de que se produjeran desconexiones de generación, de generación que afectaran significativamente al servicio y a la reputación de la compañía. En síntesis, que las renovables, ante posibles perturbaciones, reaccionan peor. Y ayudan menos a estabilizar inmediatamente el suministro. Pero sigue sin aclararse cuál fue la causa de la perturbación de causa, o de las perturbaciones. La razón y ABC sacan ya una conclusión en sus portadas. La razón dice que el exceso de confianza en las renovables causó el apagón y ABC que la falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten. ...o Demuestran su ignorancia. Y El presidente digamos, que deformó i g a m o s q u d e un poco ...deformó poco un lo que están diciendo los partidarios de las nucleares: que no es que su orillamiento haya provocado el apagón, sino que con mayor peso de nucleares en esto que llaman el mix, q u i z á el sistema habría resistido mejor. La fluctuación que se produjo sin desconectarse del todo el lunes por la mañana. Bueno, el, el la razón titula su editorial Tercer Mundismo en la España Sanchista. En el de La Vanguardia dicen que el gobierno baraja distintas hipótesis, aunque no concreta cuáles. Dice e l sistema es frágil y requiere esfuerzo. Y dice también esto otro, la editorial de La Vanguardia, sobre la comparecencia de Sánchez ayer. Dice e de las expresiones presidenciales se infiere cierta distancia y diferencias apreciables entre Sánchez y el sector energético. Ya, ya te digo que hay diferencias. Se ha puesto en duda el presidente la única conclusión a la que había llegado red eléctrica. Yo no pongo en duda nada. Vaya, que no.、Eh, me opongo en duda. Señala Sánchez, Sánchez se llama e l sector eléctrico, Sánchez no se fía del sector eléctrico, Sánchez se construye una coartada. Son títulos, expresiones que se leen en la prensa de juego de palabras. También hay unos cuantos.、Eh. Sánchez desconecta del sector eléctrico, Sánchez hace luz de gas con los operadores privados. Opina John Muller en Diario ABC que las consecuencias políticas del apagón van a ser muy pocas. Y que no va a haber giro pronuclear de Pedro Sánchez, porque acaba de jugarse la coalición de gobierno con el aumento del gasto militar. Ojo, John Mueller, que pronosticar que Sánchez no va a girar en su discurso es verdaderamente peligroso. Porque otra cosa, no, pero giros en sus discursos ha tenido unos cuantos. Bueno, Donald Trump ha cumplido 100 días en la Casa Blanca y esta madrugada se ha felicitado a sí mismo. This is the best, dicen, 100 days start of any president in history, and everyone is saying it with just. トランプ、トランプ、トランプ、ト s ンプ、トラン r トランプ、トランプ、e ランプ、トランプ、トラン o s ランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トラン d ト m ンプ、ト a t a トランプ、トラン t トラ y プ、トラン e トランプ、トランプ、ト e ンプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トラン e トランプ、トラン t トラン e ト e ンプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、Una pande sin vergüenza l o ンプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、トランプ、o ランプ、トランプ、トラン todos. Bueno, escribe Ruiz Oroa hoy en el mundo que tenemos a un necio al mando del mundo, del periódico e h Joaquín, sino al mando de, del, del planeta. O sea que Trump es un necio y que además quiere que se le vea y que se le v e a el culo, como dice el propio Trump. Pero que ha sido elegido por el público, por los votantes en Estados Unidos. Dice: la prudencia indica que hay que reforzar los contrapesos y los controles para cuando el elegido por el pueblo es un tipo como este. Pero lo que estamos viendo también en los últimos tiempos es que los gobernantes electos desmontan los sistemas de control y los contrapesos. Y estos se vuelven insuficientes ante su necedad atrevida. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de o b e s i l a x Oye, qué bien. <risa> Del gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Desde el mismo instante en que España se quedó sin luz, el gobierno está escribiendo una historia y ahora se la está contando. Esa es la razón por la que Sánchez tiene ya un culpable, aunque no tenga una explicación de lo ocurrido. Ayer mencionó a los operadores privados no menos de 20 veces en su comparecencia.、Los、operadores privados, operadores privados. La SEPI tiene el 20% de red eléctrica y del resto cada inversor no puede acumular más del 5%. Esa es la razón por la que la preside una exministra socialista de plena competencia. Confianza del gobierno. Lo primero que hizo Sánchez fue incluir entre los operadores privados a red eléctrica. Eso imponía una distancia prudencial, porque en esta historia todo está diseñado para situar al gobierno como parte activa en la petición de responsabilidades. Por eso. La fotografía de ayer distribuida por la Moncloa, con el gobierno situado como un tribunal ante el que se explican las empresas, incluida la Red Eléctrica. Y también es el motivo de la forma que decía cada frase con pretensiones de titular. El gobierno pide colaboración a los operadores privados en la investigación. Vamos a investigar lo ocurrido. E incluso esa tan cómica de se han perdido 15 gigavatios de energía. No fueron tan diligentes para encontrar una solución, no lo están siendo para identificar la causa. Pero desde el primer minuto se pusieron a lo que saben, que es contarles una historia, una cosa. Un villano, los operadores privados y donde hay un pueblo a la altura de su gobierno, cívico, templado, responsable. Y si todavía no le han desvelado toda la trama, es porque se necesita un elemento narrativo que la haga avanzar. Y de ahí esa comisión independiente de investigación. Concluye la torre: concluye. Concluyo, concluyo que si、sí, para el gobierno Red Eléctrica es un operador privado, imagínense lo que significa que la comisión de investigación sea independiente. Que tengas un gran día, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Se habla mucho sobre la necesaria digitalización de nuestras pymes y de la importancia de que éstas reciban asesoramiento digital para saber los pasos en la transformación digital. Y para eso nació Kit Consulting, que es un programa gestionado por Red Es. Ha tenido muy buena acogida y hoy vamos a hablar de ello, Borja. Uno de los rasgos característicos de este programa de ayudas es la simplificación en el proceso, tanto en la solicitud como en la concesión de ayudas. Todo más fácil y rápido. Hablaremos de ello después con Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, que nos atenderá en el programa como entidad colaboradora del programa Kit Consulting, gestionado por Red.es. Eso será después de las 11 aquí, en más de uno. Unos c a l a h a n para estas personas que aún no han sido introducidas, Alicia. Además, personas que seguramente. Necesiten ser ayudadas por c a l a h a n porque uno de los propósitos de c a l a h a n es ayudar a las personas a caminar. Sí, sí, sí, lo estáis oyendo. Y sé que lo vais a conseguir. Cada vez más personas disfrutan haciendo el ejercicio más sano, caminar 30 minutos al día de esta forma tan natural. Descubre tu última necesidad, que es salir a hacer deporte con los c a l a h a n Algoritmo. El primer zapato nacido de una fórmula matemática que aporta excelente amortiguación, estabilidad y adaptación. Camina con ritmo con c a l a h a n Algoritmo. b a t En r í a s y e la calajan.es web En tertulia de esta mañana, aquí en la radio, en más de uno, está Antonio Casado. Buenos ¿Y días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas? Bueno, ahora me vas. Ahora me vas.、Bueno. Ahora me vas diciendo Carmen m o r o d o buenos días. Muy buenos días. Buenos días. m a m en Mendizábal, buenos días. Muy buenos días. ¿Estás de estreno, m a m en Mendizábal? Estoy. De el, día, de el, día 11 de mayo, el día 11 de mayo, vamos calentando motores. ¿A qué hora? A las 9 y 35 en la sexta. Estoy afónica de ayer del hormiguero. ¿Qué te hizo gritar, Pablo? ¿Qué? Me divertí tanto. <risa> no, no, no, no, no, pero estoy afónica. Pido perdón. No te preocupes. q u una...? Bueno, i e e r s Tienes una... todo, todo tipo de caramelillos. Y, y... Te voy a ofrecer una. Pero、eh, no sé si me quedan. Marta García, ayer. Bueno, sí, Buenos tengo... días. Ahora t Eso lo miro e es que se te han acabado los caramelos que te di el otro sí, día. Pues ahora yo tampoco、pues、tengo. Mira, voy a contar todo. Los Tiene、tí? un alijo. Yo a n t e no g Yo no tenía. Voy a, yo mar... voy a decir una marca comercial sin ánimo alguno de que me envíe un lote、eh, de un, alif, bueno, habla por un alijo、tí. de pastillas. <risa> un alijo de pastillas de estas Que hacen de regaliz con p r o p ó l e o y esas cosas cuando l a、eh, Pero yo me había quedado sin ella, yo, se, se me han acabado. Marta García ayer me regaló ¿Sí? un, un, casi, una caja, casi、ah. una caja completa. Ibas a decir blister y no has querido usar o el <risa> anglicismo que te conozco. Te, ha, te has te me ha revuelto el c a j ó Casi una caja completa de pastillas, pero en cuanto Marta salió de aquí, llegamos a la quinta hora de este programa, el invitado era Pablo Carbonel. l Tenía、eh, esa noche, el jueves pasado, su estreno en el concierto que han hecho eh, eh, los Trenos Muertos y me dijo: Pues estoy así como. Yo mis pastillas y dijo: ¡Ay! Si son las que a mí me gustan. ¡Uy! ¡Mis pastillas!、Dices? Y yo, en un acto de generosidad impropio de mí mismo, le dije: Pues no te preocupes, llévatelas, llévatelas porque lo prioritario es que el concierto te quede estupendamente. Normalmente la gente responde: Bueno, dame una o dos, y él no. Él dijo: gracias.、Si、y me dejó. y a r é eso. Buenos días, Rubén a m ó c ó m o e s t á q u é tal? a m a b l e m e n t o un gran resultado, ¿eh? No solo estuvo. Extraordinaria en el programa. La mamen, la mamen. La mamen, la mamen,、eh, la mamen, eh, la mamen soy yo, ¿no? <risa> sino que arrasamos también a e l a Sí, hubo, hubo dato, hubo buen dato. Sí, en, en el estricto horario de coincidencia y fuera, en todos los estrictos horarios, vamos. ¿no? Es、pues、c ó m o me alegro. Enhorabuena, chicos. e r a b u e n a Esto es así. Cuando, bueno, no esperábamos menos, de todas formas. Pues nada.、Sí. Bueno, os juro dos cosas. Que en, enhorabuena a, a los p r i m e r o s de z a a l y sobre todo enhorabuena, porque estoy seguro、si、que la tercera, te, tercera ya. Tercera tem temporada, temporada de Anatomía.、Eh, sí, de sí, Anatomía D、sí. va a ser un. Un éxito. Muchísimas、absoluto. gracias. Porque, hay mucho, porque hay, mucho hay mucho trabajo antes de un estreno. Muchísimo. Solo e n e un programa como este.、Hay、mucho trabajo de documentación, de hacer las entrevistas y luego hacer el relato y hacer el guión y hacer el montaje, y hacerlo todo. Sí, sí.、Y、Se pone、eso. cariño además al trabajo.、Eh, digo, os cuento dos cosas. Una, que el PP nos informa de que ha registrado ya la petición de comparecencia de Sánchez en el Congreso a cuenta del apagón, informa del apagón informativo, dice el, el Partido Popular. Es decir, del apagón y de la falta de información durante muchas horas、eh, por parte del gobierno respecto del, del apagón. Ayer dijo el presidente en su comparecencia que aprovechará la comparecencia de la semana que viene, que tiene que ver con lo otro, que es el rearme, el plan de rearme, o como se le quería i llamar, comparecencia que es el miércoles, si no me equivoco, por la mañana, que la aprovechará también para contar alguna cosa más sobre el. El asunto de la electricidad. Igual porque quiere vincular lo del ciberataque con la seguridad o no, pero bueno, que será la semana que viene.、Eh, y luego, como sé que seguís intentando entender qué es lo que ha sucedido, y algunos nos reprocháis que, es que no se entiende bien, porque son cosas muy técnicas. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo,、eh, que no decaiga el esfuerzo.、Eh, saludando a Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética en nuestro país. Señor Sanz, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues intentando primero entender y luego explicar a los oyentes qué es lo que se va sabiendo, porque de momento,、eh, que a ver, que yo haya visto,、eh, lo único,、eh, digamos, sólido que dice Red Eléctrica Española es esto de que se produjeron dos incidentes en unos pocos、eh, segundos, dos incidentes de lo que llaman caída de la, gen de la generación eléctrica. Ubicados esos dos incidentes en el suroeste de nuestro país. Yo sé que en Andalucía y en Extremadura、pues、hay muchas plantas fotovoltaicas. Y que ayer、eh, el, el director de operaciones de Red Eléctrica. No descartó que, que puedan haber sido, que entiendo que eso es lo que está diciendo sin terminar de decir Red Eléctrica, que plantas fotovoltaicas, las plantas fotovoltaicas de esa parte de España, por algún motivo que no se sabe cuál es, dejaron de aportar electricidad al conjunto de la red. Esto es lo que hay. Y luego está lo de la hipótesis del ciberataque, pero que no hay mucho, mucho sólido al respecto. Y la cuestión es saber si yo estoy siguiendo bien el, el argumento. La, La cuestión es saber qué puede provocar que plantas fotovoltaicas, de pronto en nuestro país y todas a la vez, dejen de aportar electricidad al sistema. Y entonces, igual, esta es la pregunta, ¿no, señor Sanz? ¿Qué puede provocar que una planta deje de producir electricidad o deje de aportarla? ¿O que se desconecte esa planta? Pues、eh, t i e n e razón, esa es la pregunta. Si fuera una sola planta, pues te diría que su turbina se ha averiado y se ha desconectado. Pero es que hablamos de 15 gigavatios que se desconectan de forma simultánea.、Uh -huh. Entonces, el motivo más probable es que se hayan desacoplado por, un mismo, por una misma razón, que es de protegerse de una sobretensión en la red de transporte. Si se produce una sobretensión en la red de transporte,、eh, las turbinas se pueden romper o los, o los aparatos se pueden romper. Si en el caso de q e f a s solares, no eran turbinas, eran paneles. Y lo que hacen es, de forma automática, se desacoplan para evitar. Se rompan. ¿Qué es una sobretensión? Pues la, la, el nivel de tensión normal en la red de transporte son 400.000 voltios. Si sube por encima de ese nivel significativamente, hay sobretensión. Si baja significativamente por debajo de, de ese nivel, hay infratensión. Entonces, la pregunta es: ¿qué produce una sobretensión en la red de transporte?、Uh -huh. Bueno, pues se debe a que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad. Si hay más oferta que demanda, hay sobretensión. Si hay más demanda que oferta, hay infratensión. Por lo tanto, el día 28 lo que probablemente hubo. p、pues、Una sobretensión, es decir, muy, más oferta de electricidad que demanda en un instante de tiempo.、Uh -huh. Entonces, Red Eléctrica tiene como misión evitar las sobretensiones en la red. Y para ello, además, tiene instrumentos a su disposición, que son los llamados servicios de balance, que le proporcionan las instalaciones de generación firme, en particular las hidráulicas y el gas. Entonces, ¿qué pudo fallar? Bueno, pues una mala gestión por parte de Red Eléctrica. En concreto, programó.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 Se confirma que este viene a ser con, la, con una alta probabilidad el motivo de lo que ocurrió. Hay que preguntárselo a la red eléctrica, pero claro, hay que pedirle que confiese que la culpa es de él y ahí tiene un conflicto de intereses.、Yeah. Eh, si se produce esta situación de que hay demasiada oferta para la demanda que se está produciendo y entonces hay que reducir, digamos, la, la producción o la cantidad de electricidad que entra al sistema, la、eh, red eléctrica no tiene la forma. Si, si lo que está ocurriendo, digo, es que. Están produciendo o están aportando demasiada electricidad las fotovoltaicas para la demanda que en ese momento hay.、Eh, no tiene el sistema red eléctrica de rebajar o reducir la aportación de las fotovoltaicas al sistema sin que se desconecten del todo. Se desconectan del todo por una cuestión de seguridad, porque es t á l a sobretensión que automáticamente es, es como en casa cuando nos salta el automático. vale, Pero no hay una,、eh, habrá y una, a h una posibilidad de reducir la aportación de las fotovoltaicas al sistema sin llegar a esa situación de que se desconecten del todo. o ¿no? n Sí, a ver,、eh, la participación de la generación no firme en los servicios de balance es algo bastante reciente. Y además, Red Eléctrica ha sido tradicionalmente reacia a incorporarlas en estos servicios por ese motivo, porque no son firmes. Y entonces, no son, al no ser firmes, no tienen la seguridad de que vayan a responder en tiempo real a una instrucción que es crítica para garantizar el, la seguridad del sistema. Hay instalaciones no firmes que están aportando servicios de balance, pero es una cosa muy reciente y hay muy poca. Entonces, ante un desequilibrio de oferta y demanda importante, aunque hubiera solares funcionando, si no participan, si no están acreditadas y no están participando en los servicios de balance, pues no se les puede dar la instrucción. O sea, Además de existir, tienes que estar participando en los servicios de balance. Y quienes tradicionalmente ofrecen los servicios de balance en tiempo real, Son primero las hidráulicas, que son las más flexibles y las más firmes, y luego el gas. Y a partir de ahí, a veces el carbón, incluso se puede pedir que lo haga la nuclear, en ese orden, porque la nuclear tardaría mucho más en dar el servicio de balance. Pero vamos, las instalaciones que dan、eh, con mayor facilidad los servicios de balance y permiten ajustar la oferta y la demanda en tiempo real son en primer lugar la hidráulica y en segundo lugar el gas. Y si no están programadas, pues difícilmente te pueden dar el servicio, claro. O sea, el, el problema o el, digamos, la contraindicación de las energías、eh, renovables o, o no firmes, que veo que es otra manera de llamarlas, que son las eólicas y la energía solar, la, que, que tienen muchísimas ventajas y nadie lo discute, p u e son s limpias y son baratas, pero la contraindicación que tienen es que para este cometido en concreto, que es el de poder equilibrar rápidamente la oferta con la demanda, digamos que son peores que las, que las otras, para entendernos. Claro, son. Son peores porque las no firmes dependen de, del recurso. Si tienen un a b i e r t i en caso.、Vale. Ojo, no es renovables contra no renovables, porque la hidráulica es renovable y es firme. Es decir, no es un debate entre renovables y no renovables, es un debate entre firmes y no firmes. e s e n t r e fuentes energéticas que podemos controlar, o sea, podemos controlar cuánta energía producimos con el gas, cuánto gas quemamos en una central de ciclo combinado, podemos decidir cuánta producimos en una, energía nucle en una central nuclear, incluso、eh, qué caudal le metemos al salto de agua para que genere electricidad el, el, el molín, el rotor o lo que sea. Lo que no podemos es controlar cuánto sol va a hacer durante todo el día y si va a ser estable o no estable, cuánto viento va a soplar. ¿Y durante cuántas horas? Si, si te estoy entendiendo bien,、eh, Jorge. Esto es lo firme o no firme,、eh, o, o como ayer decía alguien también,、eh, más fiables o menos fiables. Estamos hablando de eso: de que hay en la solar y en la eólica hay elementos que son los que proporcionan la energía que no son controlables por el ser humano, por lo menos todavía. ¿no? Ese, este es el asunto. Y por eso se convierten en menos firmes o, en, o en, en menos utilizables a la hora de compensar de manera inmediata la oferta con la demanda. Pues yo pensaba que me estaba escuchando c o n g r s t a b a d c i e n d e ha dejado、atención. noqueado con el señor. Jorge la Sanz para darme o no la razón y resulta que es que ya、eh, se ha cansado y. Aquí es Ciencia, aquí es Ciencia. Ha dicho: <risa> con、no、lo claro y pedagógico que estaba, estaba resultando. Muy, muy pedagógico. Sí, sí, todo lo que no e Yo es... me he quedado con ganas de, de que el señor Sanz nos dijera si él considera que Red Eléctrica es una empresa privada. La verdad. ¿Ya ha vuelto、eh, la conexión? Sí,、eh, perdona, Jorge, que no sé dónde nos habíamos Sí, se nos ha cortado. ¿Dónde、perdona. nos habíamos quedado? Había hecho yo aquí una exposición de por qué son sí, más firmes o menos firmes. No, n Lo de firme, no firme, renovable, no renovable. No, que, la, que al final, la, la, por, por, la, el renovable,、eh, bueno, renovable, la solar y la eólica, el inconveniente que tienen es que no depende de nosotros cuánto viento haga o cuánto sol haga y por tanto no podemos. Mientras que las otras sí, cuanto las quemamos, pues depende de nosotros. ¿Cuánto qué caudal de agua le metemos al salto? Pues depende. De este es el asunto. No que unas sean buenas、Correcto. y las otras sean malas. Que para una situación como esta, unas son más、eh, fiables o más inmediatas y sirven mejor para lo que se busca y otras sirven menos. Y que el error entonces habría estado. En el mix decidido por, por red eléctrica y en la incapacidad para corregir ese error sin esta consecuencia tan tremenda que, has, que, mo, que hemos sufrido. ¿no? Cor correcto, Carlos. El análisis, es, la conclusión es correcta. Un exceso de generación no firme te reduce la firme y, por lo tanto, en, en una situación en la que necesitas subir y bajar, subir o bajar, tienes menos potencia a tu servicio, para servicios de b a l a n c e Pero todo eso se podrá mejorar. Quiero decir, la, igual que ayer hablábamos aquí con el ex consejero de. De red eléctrica, que nos explicaba que esto ya pasó con las eólicas cuando empezó digamos, el auge del, de la energía eólica y que entonces se fueron mo modernizando los sistemas, mejorando los sistemas, actualizando, no sé cómo se llaman, los relés o lo que sea, y que eso es lo que queda por hacer en el, en, con, la, con, la energía, con la energía solar. O sea que, que todo se puede mejorar aprendiendo sobre todo lo que va pasando, pero hace falta inversión económica, supongo, y decisiones. Sí, el, el desarrollo tecnológico permite mejorar、eh, la aportación de servicios de balance, y, y aunque la eólica y la solar、eh, no puedan darlos con la misma flexibilidad que lo hace la hidráulica, sí que pueden participar de alguna manera. Si las tienes operando. Necesitas potencia a bajar, pues sí que podrías pedirles que bajaran. Si están operando y necesitas potencia a subir, pues probablemente no, porque estén operando a p r e n a carga. Es decir, tienen limitaciones para dar el servicio, pero eso no quiere decir que no puedan hacerlo. Pero ya te digo que la participación de las energías no firmes en los servicios de balance es un hecho bastante nuevo y hay pocas que lo estén、eh, proporcionando, precisamente por eso. Y tradicionalmente, pues la e n e r g í t i c a era reacia porque no tenía la misma garantía que con las firmes.、Claves. Claro, pero si red eléctrica es, sigue siendo reacia a que participen las、eh, renovables o la eólica y la solar en el, en el servicio de balance, que voy aprendiendo cosas, ¿eh? si es reacia a que participen en el servicio de balance, entonces es por lo que debería、eh, introducir más energía de la tradicional, digamos, o fuentes energéticas de las tradicionales en el mix para evitarse situaciones como esta. ¿no? Correcto. En la medida en que no participen en servicios de balance, tiene que ser mucho más conservadora a la hora de es. programarlas en es. tiempo real. Bueno, en, el, de, en el momento en el que se hace la última programación. Y, y, y bueno, en la medida que se sienta más cómodo、eh, porque participa en servicios de balance, puede ser más arriesgado. Pero lo que está claro es que el mix,、eh, el, el, el mix tecnológico entre firmes y no firmes es crítico para garantizar el suministro. Dos últimas p r e g u n t a s son muy rápidas, de, que sé que tienes otras. Otras cosas que hacer.、Eh, una, preguntaba ahora Mamen Mendizábal, tú no lo escuchaste porque ya.、Eh, si en tu opinión se puede hablar de Red Eléctrica Española como una empresa, como un operador privado o como una empresa privada, como hizo ayer el presidente Sánchez, o si es una manera de camuflar la realidad. Bueno, es una empresa、eh, que cotiza en bolsa, que tiene un 20% de capital público, un 80% de capital privado. Pero que tradicionalmente sus presidentes han sido exministros y exsecretarios de Estado, lo cual quiere decir que、eh, la, la presencia pública en el Consejo de Administración es, es fundamental. Y la última que, que te hago yo,、eh, que es que tiene que ver con e s t o del ciberataque, de esta hipótesis que se e s t á manejando. Red Eléctrica, lo que ha dicho, en nuestros sistemas informáticos, y después de, de trabajar con el CNI y con、eh, INCIBE, no hay. Ningún rastro de ciberataque, por tanto, en nuestros sistemas. Pero ayer el presidente decía: bueno, que queremos también los datos de los sistemas informáticos de las、eh, empresas eléctricas, que son las, que son las propietarias y las que gestionan las centrales、eh, fotovoltaicas. Entonces, queremos los datos de esos sistemas. ¿Es posible que se haya producido un ciberataque no en red eléctrica, sino en las empresas que tienen las plantas que producen la electricidad? Que haya parado todas esas plantas y que sea esa la causa de que se haya caído la producción de las eh, fotovoltaicas eh, sin que haya quedado un rastro en esos sistemas. Del, o sea, los ciberataques suelen querer que se sepa que ha habido un ciberataque y que se sepa que ha sido exitoso. ¿no? Y hasta este momento no tenemos tampoco ningún indicio de eso. ¿no? Pero ¿podría ser la causa de que de repente dejen de, ap de aportar electricidad al sistema? ¿Que alguien ha entrado, un hacker, ha entrado en el sistema de las centrales o de las empresas que tienen el control de esas centrales y las haya parado? Yo, yo, Carlos, no soy ingeniero de telecomunicaciones y no sé. Me, me parece difícil hacer un hackeo a 15 gigavatios a la vez y me parece mucho más probable que los 15 gigavatios se desconecten por una sobretensión. Jorge, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. A vosotros. Gracias. Y por, gracias. El, y por el esfuerzo que yo sé que hacen los expertos, siempre hacen un gran esfuerzo para que yo les entienda cuando hablan de estas cosas、eh, y para que. Nos ha Todos. Ha sido nos... muy útil, a mí, por lo menos. A ti, te ha、pues、sido muy útil. Pues, muy entonces, útil. Ya, pues, ya hemos hecho una buena acción s í sí. sí mañana, porque、pues. todo lo、Ahora、que、no、ha pasado es que hemos estado el gobierno. Ahora vamos a hacer otra buena acción, que es、Venga. una pausa. Y ya, y ya después、eh, tendréis ocasión de contarme lo que pensáis sobre este asunto, que es una de las vertientes de toda esta cuestión. Este asunto que es qué pasó.、Eh, y luego está el siguiente asunto que está muy relacionado con este, que es de quién es la responsabilidad y quién está intentando、eh, asumirla. Y q u i é n está intentando sacudirse, o sea que igual son, son casi todos. <risa> Un minuto y ahora mismo continuamos. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Hola. BBB ha explicado que... La unión con Sabadell crearía una entidad más sólida y más rentable. Tenemos este nuevo mensaje de BVA. b Es para accionistas de Banco Sabadell con el asunto Un Banco que Suma Borja. BVA ha explicado que la unión crearía una entidad mucho más sólida y rentable, lo que permitiría contar con capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y a familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están presentando hoy ambos bancos. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oficina. La oferta pública de adquisición 1 en Onda Cero. Son las 9 y 9 minutos, son las 8 y 9 minutos en las Islas Canarias. Estamos aquí en tertulia hoy con Mendizábal, con Morodo, con Casado, con García. Ayer y con Amón. Yo tenía pensado que, que me ibais a hablar de cómo se han disparado los precios del camping gas y de las linternas. Las linternas también, menos que el c a m p i n g g a s pero también bastante. La radio de pilas, aunque a Rosa Valmonte、sí, le moleste、chula. muchísimo que sigamos muchísimo hablando de este asunto. Una, una violencia muy desagradable、sí, a Rosa Valmonte.、Sí, cae mal la gente que dice que tiene radio、cae、con pilas. A、sí. pues, ustedes no le cae ningún mal,、no、Pues、sé. ahora es tendencia. Es tendencia, sí, está de、muero. oferta en Amazon, por ejemplo. Está bañada. <ríe> me contaba un colega ayer que tiene una empresa de grúas, muy amigo Alex s Yama, Que el gran problema en el que se encontraron fue que las guas estaban dispuestas para ir a buscar a los coches, pero como no tenían navegador no disponible,、podían. no sabían dónde ir. Dile、Mira、a un conductor: con ¿dónde está la calle Libertadores 7, por ejemplo? Ya no llevo n p l q u i t i t o a que. Ojo que yo al salir de A3 Media me monté en un taxi. Que el conductor llevaba poco en ello y no sabía dónde estaba la M30. O sea, pues es así. Claro, y、la、de、M30. hecho. Eh, sí, eh, es somos rehenes <risa> de la tecnología. No, no, hemos descubierto que, que se puede caminar, por ejemplo, c o m o medio de transporte. Hemos recuperado pero, la, pero、no、sabemos la cómo, movilidad y cómo,、no、cómo ir. Eso es. Entonces, la gente vaga, no que sea vaga, sino que vaga en el sentido de vagar sí, sí. cuando queda desprovista de los recursos.、Es、una、neurófono. crónica muy, muy divertida en el país, creo que era ayer, que hablaba de cómo personas que en Madrid. Eh, se encuentran sin posibilidad de subirse a un autobús porque los autobuses también van como van y entonces dicen, bueno, vamos a echarnos a andar.、Ajá. Pero de, caen en la cuenta de que no sí, saben llegar a los es, sitios. ¿Cómo se es, llega es, a la plaza elíptica la sin libre, Google Maps? Eso es, eso es la、entonces、paradoja. e s t á n preguntando, preguntando otro que, otro. perdone. Yo ¿no? Estaba aquí en la tele y pensé, bueno, tengo 22 kilómetros. Si me hago los primeros o corriendo h c o un poco al t r a n t r á n、sí. eh, lo ¿Me mismo me en 3, 3 o、Maratón? 4 horas la consigo la llegar. ¿no? ¿no? Todo no. ello en un día que era claro, o sea, donde estaba claro. Dónde estaba el sol, el este y el oeste, pero las referencias con las que se ha manejado el ser humano toda su historia desaparecen. Pues está el sol moviéndose. No solo el este y el oeste, sino que las calles de las ciudades están llenas、nubes? de carteles que indican cómo ir a los sitios. ¿Sí? Pero para los coches, es, para la España, levantar、eh, la cabeza、cala. del móvil para, para los coches, eso quiere y para decir q u é fácil hablar para los que tenéis sentido de la orientación. q u é fácil, <ríe> <¿Qué> fácil? <ríe> no, hemos descubierto que somos renes, no ya de la tecnología, hizo, sino de la electricidad. p u e s claro, bueno, desde ahora desde hemos、luego. caído en la cuenta de que la cobertura de 4G o de, que 4, de 5G、sí. o de lo que sea depende、sí. de que las antenas de las operadoras telefónicas tengan suministro sí, de electricidad. Claro, Yo, el por el ejemplo, he descubierto que tienen baterías también. Algunas de las, bueno, todas tienen baterías y algunas. De media hora, creo que es, de media, las más básicas, las antenas de telefonía ¿eh? y luego las principales, digamos, los principales nudos o como se llaman, estas pueden aguantar hasta cuatro horas, pero que se priorizan、eh, los sistemas para que no consuman mucho. Claro, ¿Ha cuajado tú, por cierto, tu propuesta No, ha cuajado, ¿no? ¿Cuál de s t propuestas? No, ninguna cuajado. Que no,、pues. el móvil incorporara una aplicación que no necesitara del, sí, que de la red de... ordinaria、ya、para. Claro, porque ya lo tuvo y dejó sí, de tenerlo. FMM, ¿no? Claro, los sí, móviles, os acordáis que antes los eso, móviles sí, tenían、claro、radio、sí. normal. Esa es a propuesta cables, la podría、antena. apoyar. Eso, Recomiendo sí, también la g u í a Carlos, yo, con guías. Con páginas amarillas. c o es claro. Porque si no Impresas, te ofrecen. Mendizábal,、no. mames, pues te la llamas. Para ver cuántos Mame, Mendizábal ¿cuánto hay、eres? además, ¿no? En、Veran、España, que era algo que comprobábamos todos. ¿20, 25, 20? Porque soy la única, ¿no? No, porque yo ayer. No, porque yo ayer hice un elogio del teléfono fijo. Sí. Y entonces me explicaron, espérate, porque es que ahora los teléfonos que llamamos fijos en casa en realidad van conectados al RUTE. o r a la fibra. Y、me、entonces, dije, si no, no tienes el, el RUTE, p、pues、u e o no. Espérate, me dijeron, no. Espérate, me dijeron. Sí. Sí, sí. Sí. Entonces dije, pues que vuelve a l par de cobre de toda la vida, que sí hay muchos sí. sitios instalados. ¿Tienes alguna no, propuesta、olvidate? sobre el dinero en efectivo? Que se regale muchísimo <risa> en efectivo. Que、no. se abran,、no. pero fue uno de los grandes problemas. No, también, dijo, que, no, pero dijo que el gobierno patrocinara, subvencionara el... radios a todos los españoles. Exactamente.、Pero、si puede s e el día antes de, de las elecciones. e s t a, uno, a me parece una propuesta bastante razonable.、Es、decir, si hay un kit de supervivencia que está diseñado y que es para casos de verdadera necesidad, lo、sí. que tiene que hacer el gobierno es hacernos llegar el kit a cada casa,、sí. a cada uno de nosotros. Apoyo esa moción. Y unas pastillas para la garganta.、Mm, también, eso. Yo, de la, marca, que, de la marca, la marca. Yo incluiría las pastillas. Pero con la emisora. Pagaría un plus.、Radio. Pero un plus. con la emisora. No, pero no os parece razonable. A mí me parece razonable. El sí, kit tiene algo, que tener sticker, hornillo, que no sé qué y tal. Y el gobierno se ocupa de、sí. que usted o los gobiernos autonómicos, me da igual. Y luego, en el d i a l En todas ar... las casas existe el kit de supervivencia. Si es para sobrevivir, que e y en el d i a l muy marcada, Carlos, en el d i a l muy marcada la emisora que te dije. Y a cambio, pueden evitar mandarnos a casa la publicidad institucional. Esta política que mandan ¿no? el buzoneo este de las elecciones. Es que venga, venga mira, de las ya a e r a s a m a n d a a los, los móviles、función. y no c i o n a b Y ahora vamos ya a las responsabilidades y a la causa del, del apagón y todo lo demás. Bueno, ¿alguna cosa queréis decir sí, de, de sí, lo que nos、sí. contaba hace un momento、sí. Jorge Sanz y de este debate que tenemos abierto sobre、eh, cuáles son las causas y las responsabilidades? Aunque antes de eso, me vais a permitir que, sí, que salude al director general de lo que llamamos la patronal de las fotovoltaicas, que es la asociación、ah, que reúne a las compañías que producen la electricidad,、eh, la energía solar en nuestro país, que es José Donoso.、Eh, señor Donoso, buenos días. Creo que no me escucha, señor Donoso. Hablando del teléfono fijo de toda la vida. <risa> Bueno, estabas diciendo mamen, creo. Bueno, a, a mí es que me interesa también、eh, escuchar mucho al sector de las fotovoltaicas, porque ahora mismo es el señalado, ¿no? Y a mí me gustaría saber si esa desconexión se produjo, por qué se produjo. Eh. Entiendo que hay muchísimas preguntas、eh, por resolver a esta hora. Yo, yo, desde luego, no estoy en absoluto satisfecha con ninguna explicación.、Eh, echo de menos la comparecencia de Beatriz Corredor, de la presidenta de Red Eléctrica. Me parece que ya está tardando dos días después. Echo de menos también la comparecencia del sector, de, de, lo, de los operadores privados también, para que den explicaciones. Y, y además, necesito comprobar, necesito que, que haya transparencia en todo el proceso. Básicamente, porque no podemos permitirnos que esto se repita. Y como nadie nos ha dado Eh, explicaciones que satisfagan、mm, las razones por las que esto se produjo, sí, ha sido algo extraordinario. Sí, ha habido una, una desconexión, pero esa desconexión, ¿por qué se produce? ¿Es una desconexión que se puede volver a producir?、Eh, ¿Son las fotovolta fotovoltaicas solas un enorme riesgo, teniendo en cuenta que para 2035 creo el cierre de las nucleares está、eh, previsto en España? Bueno, todas estas dudas desde luego están en mí y, y el presidente Sánchez, ayer hizo que aumentaran todavía, n o señalando al sector privado, que es el que genera la, la electricidad,、claro. por supuesto, y a red eléctrica también, que, insisto, para mí es necesario que dé explicaciones en este momento. Pues vamos, vamos a ello, porque el señor Donoso ahora creo que ya me escucha, es el director general de la Unión Fotovoltaica de España, que es la, la UNEF. UNEF son las, el, el acrónimo. Señor Donoso, ¿me oye ahora? Buenos días. Sí, sí, perfectamente. Disculpes e que se había interrumpido la comunicación. Bueno,、eh, el UREF es la, la, digamos, la patronal, es la, asociación de la, la principal asociación de España de las、eh, empresas que se dedican al sector de la energía fotovoltaica. Ahí, Red Eléctrica Española señaló, digamos, si no sino muy explícitamente, pero todos entendimos lo que estaba diciendo, porque fue la única hipótesis que, que, man, que manejó el director de operaciones de Red Eléctrica, que es. Que eh, las eh, plantas fotovoltaicas, él habló del suroeste de nuestro país,、eh, a las 12 y 33 minutos, por algún motivo que no está explicitado cuál es, pero que dejaron de aportar al sistema eléctrico, dejaron de generar y de, y de producir electricidad para el sistema general. Esto es,、eh, primero, ¿usted tiene alguna,、eh, algún dato, alguna información, alguna noticia de que eso sucediera? ¿Cómo sucedió? ¿Fueron las fotovoltaicas las causantes de que la producción o la, el suministro de energía se cayera, que, ¿cayera a cero o no? Bueno, nosotros tenemos la misma información que ustedes, que es la que proporciona la Red Eléctrica, y bueno, la reconstrucción de los hechos que hacemos en función de esa t información, pero que es una hipótesis, o sea, nuestro,、no. o de momento, yo creo que es un tema sobre el que hay que ser prudentes. bueno, La experiencia de otras veces, de otros eventos similares, es poca, afortunadamente, pero es que se tarda tiempo en saber realmente lo que ha pasado. Pero en todo caso, si hacemos un poco en función, ya digo, de la información que da r e d e l é c t r i c a d de lo que ha pasado,、eh, se produjeron aproximadamente a las 12.33, se produjo una interrupción de producción en una planta fotovoltaica、eh, en la zona suroeste.、Uh -huh. Dos segundos después, dos minutos después, perdona,、eh, se vuelve a producir otra interrupción en otra planta. Y a partir de ahí, dos o tres minutos después,、eh, Francia cierra el, la, la interconexión con, con España. Y a partir de ahí es cuando se cae todo el sector eléctrico. Se cae la fotovoltaica, pero se cae la nuclear, se cae la eólica, se cae、eh, todo el sector eléctrico español. Entonces, nosotros no podemos aportar、eh, mucho más información, solo que、eh, lo que nos extraña es porque no es. La caída de una planta fotovoltaica. Es decir, es como el sistema, un sistema, pues estamos hablando de una única planta fotovoltaica, que es lo que pasaría, estamos hablando de una potencia que puede ser de unas docenas de megavatios o, como mucho, de unos pocos centenares. O sea, lo que nos e s t r a ñ a es lo que pasa con d i m e n c i ó n ¿Por qué o cómo se cae todo un sistema eléctrico porque se desconecte una planta? Es decir, no es la. la eso, se supone que eso está muy previsto, una caída, una introducción de. de De energía por una planta. Es decir, que la... Lo que sí me interesa es sí, sí, destacar es que, en contra, sí, en contra de lo que se ha dicho, como se ha afirmado en algunos medios, como que la energía fotovoltaica no acudían porque tenían un precio negativo, es absolutamente f a l s o La energía se programa el día anterior. Y el, el, las centrales fotovoltaicas, que pueden ver en las gráficas, estaban respetando escrupulosamente la programación del día anterior, hasta que se p r o d u c j e l a incidencia. Y cuando se produce la incidencia, se cae todo el sector, no solo el fotovoltaico. Concluido lo que usted me dice, primero que hace una defensa, claro, de la energía fotovoltaica para que no acabe siendo estigmatizada después de lo que ha ocurrido el, el lunes, y que en todo caso, la responsabilidad última sigue siendo de red eléctrica. Española, tanto en la previsión para el día siguiente de cómo se hace el mix y cuánta aportación hay de cada una de las energías, como en la respuesta que se da ante la caída de una planta que está aportando. Que, que todo eso sigue siendo responsabilidad de la compañía que transporta la energía a nuestro país y que garantiza el equilibrio el, entre la oferta y la demanda, no de quienes producen la electricidad. Yo no digo que nadie sea culpable, que tenemos que esperar a ver qué es lo que ha pasado, pero lo que sí está claro es que la responsabilidad de un productor de energía eléctrica es introducir esa energía eléctrica en la red. Y ahí acaba su responsabilidad con los condicionantes técnicos que le pide el, el sistema español, que es uno de los más eficientes de Europa. Es decir, ahí es donde acaba esa responsabilidad por parte del productor. Que de programación, no, no, no fue un, programa, un problema de programación, como digo, se estaba cumpliendo, de s d e oferta y demanda estaban cazando、eh, y por, por diferentes mercados, se ven las curvas, eso sí se puede apreciar, y estaba funcionando bien. Se produce la incidencia, no sabemos qué tipo todavía qué tipo de incidencia es, por qué por una desconexión de una planta o dos plantas se cae el sistema, eso es、eh, la gran incógnita. Es problema del transportista, es problema de la distribución, no lo saben, pero desde luego lo que sería un gravísimo error es、eh, que se pensara que esto es un problema producido por la energía fotovoltaica, en ningún caso. En todo caso, es, si es, si es, porque se cae de una planta, que en este caso ha sido fotovoltaica, puede ser de otro tipo, se cae todo el sistema, algo no funciona bien. Pero, como digo, lo que no podemos olvidar, Es que la energía fotovoltaica, la energía eólica, son el presente y son el futuro. En particular, la energía fotovoltaica, porque es la que nos está aportando en estos momentos el tener una energía barata, el que contengamos una inflación inferior a la de otros países europeos, que es o que nos está permitiendo generar un mayor crecimiento que esos otros países. Es lo que también、eh, nos está permitiendo esa ventaja competitiva que da la energía fotovoltaica, porque puede producir la energía. A un precio de la mitad que en el norte de Europa, porque tenemos el doble de oro, ¿no? si la tecnología、si、es la misma, es lo que está haciendo que en este momento haya 119 kilovatios de petición de empresas y centros de datos que quieren venir a España buscando esa energía barata. Es decir, es nuestra oportunidad de reindustrialización. Si hay un problema, hay que resolverlo, pero no hay que parar, porque e s t o es nuestra riqueza, es nuestro presente y, sobre todo, es nuestro futuro. En cuanto a una economía más competitiva y, además, no nos olvidemos, una economía descarbonizada. Señor Donoso, gracias por. Y lanzar no es la solución. Perdón, perdón y gracias por habernos atendido esta mañana, el director general de UNEF, de la Unión Fotovoltaica Española, y gracias,、eh, y hasta u n a próxima ocasión. Que tenga buen día, señor Donoso. Que ha tenido la amabilidad, aunque sea con la dificultad de, de escucharnos,、eh, ha tenido la amabilidad de atendernos. Bueno, es,、eh, a la vista queda que aquí cada, cada sector los... energético, claro, está defendiendo claro. lo suyo. Tan,、eh, antes hemos hablado de las nucleares, las nucleares que dicen. No se nos estigmatice por lo del apagón, porque ayer dijo el presidente: bueno, es que como las centrales nucleares también se, apaga, se apagan por falta de suministro e l e c t r i c o luego para poner en marcha una central nuclear se requiere mucha más energía que para poner en marcha un claro, molino de viento、planta. una. Sí, entonces、claro. las, las nucleares d i e n oiga, no me estigmatice usted por eso, que ya me quiere cerrar, no me estigmatice más. El sector fotovoltaico dice ahora: oiga, no nos estigmaticen porque hayan sido las fotovoltaicas las que hayan caído, que el futuro son las fotovoltaicas, cada uno está. A lo suyo. Hombre, lo que sí, hay, en, lo sí, en lo que sí se ve una coincidencia casi. Y general,、eh, desde el punto de vista técnico, es en el hecho de que、eh, la fotovoltaica se lleva mal, se acompasa mal, entra, eh, eh, no, no、mmm, concuerda bien, no estabiliza bien、eh, la circulación de la energía con las otras tres: con, con, la,、uh, con la nuclear, con la hidroeléctrica y con, la, con el vapor y gas ciclo combinado. ¿no? Eso, en eso sí que hay acuerdo. Eh, que、mm, no es un buen estabilizador de, de, la, de la energía que circula por la, por la red. La, la cuestión es,、mm, está en una pregunta que tú le hacías、eh, antes、uh, a nuestro primer experto.、Mm, ¿No se puede encontrar el elemento técnico que reduzca esa,、uh, esa necesidad de ir a la inhibición porque ha entrado de repente mucha, mucha energía fotovoltaica? No, ¿No hay un elemento técnico? Pues por lo visto no lo hay. No lo hay. Es decir, entran ahí las famosas gigavatios en el, en, el, en el sistema y entonces todo se viene abajo. ¿Y la solución cuál es? La inhibición, la, el, el corte total,、eh, porque se ha desacompasado la oferta con la, con la demanda. De manera que yo creo que es únicamente encontrar la herramienta、eh, que logre acompasar、eh, bien. Eh, la estabilización por la red de todas las, las energías que están en el mercado mix. Tendría que haber un mínimo, de, con, MIS, haber un mínimo de consenso de modelo energético, porque nos hemos encontrado otra vez con que se trata todo de una diatriba ideológica. ¿no? En función de tu posición respecto a las energías renovables o n u c l e a r、sí. adoptas una posición que no, no es técnica ni científica, sino puramente política e ideológica. Y yo creo que Sánchez ha incurrido en ese sentido en dos errores. El primero, la demonización integral, integrista de la energía nuclear, para levantar la bandera del medioambientalismo. Y el segundo es señalar al sector privado como responsable,、eh, que es otra vez una batalla ideológica y que no es sensata. No es sensata porque él mismo ha presumido de la cualificación de la red eléctrica cuando convenía hacerlo y él mismo ahora se ha atribuido las soluciones mágicas para devolvernos la luz, recalcando la responsabilidad de los operadores privados en esta suerte de abstracción que creo que es、eh, torpe y, y que encima llena de dudas la propia efectividad del sistema. empezando por dar por válida todavía La hipótesis trasnochada de d c i d i r l ataque, ¿no? O sea, creo que, que bueno, pero, es pero una、no、reacción. n o e s ideológico decir que es p r i v a d o la red eléctrica española. No, eso no es ideológico. No, eso es ideológico mentir. No, pero además que de, de ser mentira, es convertir lo privado en el enemigo, en el capital energético, en una especie de amenaza al ciudadano. A ver, pero no pero confundamos.、Sí. No, no, yo creo las, que es importante. No、eh. confundamos las causas del apagón, que técnicamente son extremadamente complejas y, y no es inhabitual que se tarden semanas, incluso meses, en llegar al detalle de por q u e se han provocado, no confundamos las causas con las excusas. O sea, que, que se estén utilizando políticamente、eh, brochazo gordo si las nucleares son buenas o malas, si las renovables son buenas o malas, como si ambas cosas fueran incompatibles, incompatibles. entre sí,、eh, no tiene que ver con el modelo energético, sino con, con, con cómo se están lavando las manos todos los agentes que han tenido alguna responsabilidad en el colapso del lunes y que. No quieren ahora、mmm, bueno, pues, pues, ser todo lo transparentes que deberían, porque hay más de mil millones de euros en pérdidas por lo sucedido el lunes entre lo que se echó a perder y lo que se dejó de producir, que ahora mismo. Sí, que van a preocupar a muchos agentes privados, como por ejemplo las aseguradoras, sí,、claro. va a depender de、por、quién decir, es la, la responsabilidad.、Claro. Entonces, pues transmite mucho desasosiego y más dudas que clarificaciones algunas de las explicaciones que estamos viendo y algunas de las que no estamos viendo, que es peor, porque la ausencia, lo mencionaba antes, v a m e n la ausencia de la presidenta de Red Eléctrica, por ejemplo, o las comparecencias que estamos viendo de Sánchez, que confunde lo técnico con lo político deliberadamente en, en sus comparecencias. Pues no ayudan a entender mejor qué es lo que ha pasado. Esconder las responsabilidades en la, la dificultad técnica de explicar lo que ha pasado, creo que es muy cobarde. Porque si,、sí, eh, o sea, pueden ser muy buenas y muy necesarias, de hecho lo son. Las energías renovables y España lleva años presumiendo de ser puntera en ellas. Ahora bien, surgen muchas dudas. ¿Se han hecho todas las inversiones en las infraestructuras que hacían falta para que la infraestructura esté、eh, creciendo a la vez que está creciendo esa capacidad de las renovables? Porque entonces el problema no es que estén creciendo mucho las renovables, a lo mejor el problema es que no se ha apostado lo suficiente o no se ha invertido lo suficiente en las infraestructuras. Maca, y si ese fuera el problema, ¿qué responsabilidad t e n e El problema no, no, no son las renovables.、Si、ya lo sé, sí,、si、ya, ya lo r a sé. Lo embargo, que estoy diciendo es que no es, solo, que no es solo de dónde viene la energía, es cómo se canaliza, que nos lo están explicando todos los, todos los expertos. Pues por eso, eso claro, por eso tiene que haber redes. Inversión, inversión. Claro, por eso tiene que haber redes. Pero que alguien haya hecho mal en el sector privado no, es, no, no excluye que también haya podido haber alguna negligencia en el sector público. Lo、nada. que pasa es que cada vez que uno de esos sectores habla es para excusarse, lavarse las manos y echarle la、es、pelota a l o r t n t e Es que creo que aquí hay dos cosas que son. A ver, dos debates que se están mezclando y que no deberían mezclarse. Que es el de las causas y de las razones técnicas que nos han llevado a ese apagón histórico y otro es cómo se ha gestionado esto políticamente. Pues es lo que, es que acabo que tú, de tú. Claro, es lo que tú. Bueno, ahora. ahora sí, pues, sí, sí. Pero que bien, pensé que me enmendaba. Eso es lo que e s t á haciendo. No, yo no te estoy enmendando <risa> nada. Estoy. e、eh, s t á recalcando. Estoy intentando eh, plantear eh, cómo lo veo yo. Desde el punto de vista técnico, yo tengo tanto conocimiento como Beatriz Corredor sobre la materia. tanto. Es decir, no soy ingeniera, no soy jurista,、eh... Posiblemente ella comunica mejor que yo y además además, y además, además tiene la categoría de ser es ministra socialista. Pero tenemos las dos e l mismo conocimiento. Ella se llevaba más de medio millón de euros por estar al frente de Red Eléctrica, más todo lo que tenía que ver con su participación en los consejos de administración. Eso yo tampoco lo sé. ¿Hablas en pasado porque crees que va a caer? No, no, no.、Ah. Se lleva, se lleva, se lleva, se lleva. No, porque va a ser c a r m e Moro de la nueva presidenta <ríe> No, porque no tengo el carnet de <ríe> como Partido como ya, Socialista.、No、Pero yo, del tema técnico, sí que de escuchar y de leer, de r De mi ignorancia, sí que he llegado a algunas conclusiones que me parece que se pueden convertir en hechos, que no es tan difícil de entender, incluso desde la, más ignoran desde la ignorancia más、eh, absoluta como es la que yo tengo. Una de ellas es que el sistema eléctrico que está proponiendo como modelo energético eh, eh, el gobierno pues,、eh, no está preparado. Ahí hay que hacer algunos ajustes y esos ajustes no se están haciendo. Y yo creo que tiene mucho que ver la ideología y luego también intereses, evidentemente, que aquí hay privados, lobbies y muchas cuestiones. Por eso antes decíamos que cada uno defiende lo suyo, pero que ese sistema eléctrico no está preparado como modelo, como modelo energético aquel que está planteando el gobierno. Evidentemente, entre las razones. Que hay una conclusión, porque hay unos hechos, hay unas tablas y hay unos números que yo no sé interpretar, que hubo un exceso de, de la energía fotovoltaica en un determinado momento y que el sistema no fue, capa no fue capaz de reaccionar. Y luego、eh, me parece que también、eh, de lo que nos están contando no se puede hacer esa transición que tenemos que hacer sin seguir contando con la nuclear, con las、eh, de ciclo combinado y también con la energía hidráulica. Y que además había informes. Informes de la propia red eléctrica, de empresas privadas, de la Comisión Nacional del Mercado de la、eh, Competencia, advirtiendo de que、eh, ese exceso de protagonismo a las energías renovables, sin contar con la nuclear y con el carbón,、eh, nos estaban、eh, produciendo. Eh, debilidades en nuestro sistema e e d u c a i ó n h o r a termino, termino,、diciendo. Antonio. Pues por eso.、Sí. Bueno, pero es que había informes, lo sabía el Gobierno y, lo está, y, y no han hecho nada atendiendo esos informes que vienen acumulados no desde hace meses, sino desde hace años. En cuanto al Gobierno, a mí la imagen que me ha dejado el Gobierno es de un Gobierno absolutamente incompetente. O sea, de un gobierno absolutamente incompetente y desbordado por la situación, porque la gestión que hizo en el día de, los de, de autos, pues no me parece de un gobierno propio de un、eh, país de nuestro entorno. Creo que tendría que haber dado unas explicaciones, dar una información, trasladar un mensaje de tranquilidad, y eso no se produjo. Bueno, y que la respuesta e a r c i n Bueno, m a m e n y o te he escuchado y no te he dicho、no, no, en ningún bueno, momento. A mí、eh, me te, parece te, que te llegar cinco horas, cinco horas después me parece insuficiente. En la medida en que desde el primer momento ellos sabían lo. Que estaba pasando. Yo no les estoy pidiendo, no les estoy exigiendo que me digan por qué estaba pasando eso, pero sí que estaba pasando. Y tienes que tener un portavoz que, te, que comparezca ante una opinión pública que se, está queda, que se ha quedado sin luz, que se está quedando sin acceso a, tele, a los medios de comunicación tradicionales y demás, e intentar llegar, incluso fijaros, a través de un móvil, cuando todavía había datos móviles y mandarte un mensaje. Por el móvil diciendo aquí hay un gran a p a g ó nacional n y, y estas son las、eh, tranquilidad y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Eso se podría haber hecho cuando todavía había datos móviles, que no se hizo, se no se hizo. Luego,、eh, ¿cuál es la actitud de Pedro Sánchez? La misma de siempre. Calamar. La Exacto,、calabar. la de escurrir las responsabilidades. Ese es el victimismo. Cuando da la información, la llena de, de fakes. De si la,、eh, convencernos de que Red Eléctrica es una empresa privada, bueno, puede ser teóricamente una empresa privada, pero sabe mejor que nadie que es una empresa público-privada, donde quien toma las decisiones es el gobierno. Y donde a lo mejor algunas de las decisiones no se han tomado de manera correcta por la influencia de determinados intereses económicos y privados, que también están ahí presentes. Si、es lo, de, y con lo de. Y lo, lo de. Lo de. Lo de. Lo de que puede haber una, una empresa pública. Lo de que tenemos un ataque. Lo de que todavía no se puede、eh, descartar, gracias, Mamen. El tema del ataque de, la, de ciberseguridad. Pero vamos a ver si te lo ha dicho la primera la Comisión Europea. Cuidado. Me parece muy bien. Pero te lo ha dicho la Comisión Europea. Lo está diciendo Red Eléctrica. Te lo están diciendo los organismos, los dos organismos que están investigando ese tema. Hombre, pero. No、un poquito parece, más de prudencia. Perdona que te interrumpí. Evidentemente, Carmen, menos mal que、no、hay te, una investigación judicial y nos va a aclarar ¿no、si lo, lo ha habido que, o no lo ha ¿Y habido. Y, la, Red Red y la investigación de la Unión Europea. ¿eh? Bueno, todas, es que todas l a s investigaciones mal, son oportunas. Yo, yo no descartaría、si、en este momento. Hay a l g n o s c a o s de la s i t u a c i n o r d n o r d n o r d n Yo creo、acumulando. que no podemos descartar nada. Y si Red Eléctrica en 18 horas descarta el ciberataque, pero no nos creemos nada de lo que está diciendo Red Eléctrica, también podremos poner en cuestión un análisis. Tan prematuro como ha hecho. Pero si r e d e l é c t r i c a no ha hecho un análisis、Déjame、prematuro. Amén. Se ha basado en, dos, en, en dos, dos informes que le han trasladado los o r g a n i s m o s sobre ciberseguridad. No,、pues、será, será importante hacer un análisis independiente.、También. Será. Importante que nos aporten un análisis independiente de lo que ha pasado para esclarecer las causas,、sí. más allá de la política.、Claro. Eso es lo que estamos、eh. buscando. Que sea、sí. bueno, independiente. ¿eh? En, esto, en esto el Partido Popular está pidiendo lo mismo, un análisis、es、independiente también, digo, de también de la política. Escuchar a Feijó o en Valencia pedir responsabilidades por la gestión de una. De, de, de, de, de un, Pero aquí volvemos a mezclar En Valencia, precisamente, bueno, claro, pues claro, e s u l t a b a también inquietante c o m o la pérdida de credibilidad de la oposición hace que ahora exigir responsabilidades. es Al gobierno y b i e n e fiestas e s t á n Pero no nos pero olvidemos no, no, no, que aquí lo s importante、sí. somos s los ciudadanos y somos sí, los ciudadanos los que tenemos eso, que exigir Mamen, transparencia y responsabilidad. Pero no verás que en el sesgo ideológico Sánchez te convierte a los operadores privados, que es una especie de sintagma del terror, operadores privados, operadores. en la amenaza del ciudadano. Por haberle provocado el apagón. Manda un a p a g ó Insisto, eh, Red、eh, Eléctrica es quien、sí, sí, tiene puede, que ¿sí? dar explicaciones. Que desde luego, pero bueno, pero desde luego que, no ha sido que, Sánchez, pero, que, no, que es el hijo de Nostradamus no, pero, en ocasiones para vosotros, sí, el que ha apagado no, el interruptor de España. a d i e está diciendo e l hijo de Nostradamus me parece que no sé si lo está d e n d o p v o Pero en segundo lugar, me parece magnífico ese hijo de Nostradamus. No es el hijo de Nostradamus. Nostradamus mismo. Que parece que ha apagado él、no, no, el interruptor. Nadie está,、no、está diciendo、no、eso. i j o Nostradamus a su mujer, serás madre. No, el a Única profecía que se haya debido cumplir,、no、te... s i es que Ténico pero... nos traduce. o No, es el <risa> Papá, sintoma de, del mar, porque luego con、pues、muchísima habilidad. Pues tampoco, pues tampoco. Pero con ¿Qué? extraordinaria habilidad, luego Sánchez、eh, se atribuye el, el porcentaje. Gradual con que nos va devolviendo la luz. La entonces, no, no puede ser. Esa,、pues、esa es la incoherencia. Señores. La incoherencia es no se puede hacer algo. Ya pasamos a la pausa, que os estáis abandonando y ya no se entiende nada. Voy a decir una cosa muy bonita. No, porque se s t á i s p u o l Era Prometeo q u i t á n d o l e fuego a los dioses. Ya los Sánchez ya nos, la, nos trae la luz.、Muy、bonita, pero no se entiende nada. Entonces, tampoco. Sí, bueno, ha habido、bastante. técnicos que a los que se han entendido mucho menos. Por lo menos yo hablo en clave metafórica. No, se entiende menos a Sánchez. Hoy, a hoy sí, hoy s e l a e n t e n d e Rubén te ha quedado lo, muy humilde. Rubén ha quedado muy humilde. Deberíamos dejar muy queda claro. Muy, queda muy feo atribuir a los técnicos、eh, incapacidad pedagógica cuando el problema lo tenemos nosotros. Sí, yo no, te、sí, entiendo. ¿eh? Ámbitos de la vida cotidiana que no manejamos. No manejamos. o s Es a puñeta idea. Claro. O sea, bueno, no manejamos ni siquiera en casa. Que, o sea, bueno, primero. Te miras a mí porque sabes que no ver, sé ni subir el fusible. El automático, el fusible, el relé.、Claro. <risa> El r e l e No, tienes toda la razón ¿Qué ahí.、Si、claro, que, ¿Qué pasa si dicho, una placa cosas... de inducción con un cable de, de sección de 1,5? Una、pues, inducción claro, pues, mal para los aparatos.、Pues, sí, que s r a z ó n De hecho, de la, para la, la, para la, la falta de instrucción es la que es n problema nuestro. ¿Vosotros pensáis que si Red Eléctrica tuviese alguna duda de que ha podido ser un ataque de ciberseguridad y no se tuviese que responsabilizar ella y señalar a ella misma, hubiese hecho las declaraciones? Carmen, pero la l a t ú crees que en un contexto está en juego todo? ¿Tú crees que en un contexto? Con el que los operadores públicos y prestigio privados... Prestigio y reputación. ¿Tú crees que en un contexto en el que los operadores públicos y privados están echando balones fuera, nos los podemos creer cuando dicen que no ha tenido nada que ver con ellos? No, hay que públicos investigar. Públicos y privados nos están. Vamos a fiar de menos a Hombre, no, no, vamos no, a ver、no. que Red Eléctrica. A los operadores privados、ah, nos han situado.、Wow, e l presidente wow, del Gobierno. Wow, que la、wow, no、Red Eléctrica esté en condiciones de asegurar wow, que en sus instalaciones no se ha producido u n ciberataque, no quiere decir que no haya que investigar si en el resto de la cadena no lo ha habido. Yo lo que、Pero、digo es que la alusión de Sánchez. Las decisiones u s mínimo de conocimiento. s á e las toma, red eléctrica. Tiene un gran ordenador donde tiene que decidir. Tendrían que haberse saltado unas alertas que no saltaron. n Yo creo que sí está la intención de Sánchez <risa> ¿Es desprestigiar, desprestigiar a red eléctrica. En eso estoy、pues、de acuerdo.、No、y en lo demás también creo. <risa> <risa> Hemos tenido bastante consenso. Insubordinación. A mí in me gustaría insistir. De insistir menos de Antonio. O sea, caso, así, que el responsable d e funcionamiento de la, red de, de, de la red de alta tensión. De mantener eso, de garantizar la seguridad, es la red española de electricidad. Eso es. Y eso es del Estado.、Eso、y lo es. que no puede el señor Sánchez de verdad es echarle la culpa como si fuera un, un, un, un el, factor privado, un, enemigo, un, un actor privado. Porque es como decirle al, al Real Madrid que el gol se lo metieron a Courtois y no al Real Madrid. El gol se lo han metido a una empresa del Estado. Y en ese sentido. Hace mal、eh, Sánchez con desviar la atención、Vamos. hacia, lo privado, hacia lo privado. A mí las metáforas a, futbolísticas. Se, se me está agotando、llena. la orquesta. e s n los、hombre. músicos ya con cara de. ¿Pero qué pasa? ¿pero qué pasa? Una pausa. Son menos 20, las 10. Una hora menos en las Islas Yo sé más de Prometeo que de Courtois, ya te lo digo. Que os calléis,、bueno. que ahora viene la publicidad. Ya está bien. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.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 Atención. Noticias de parte del corte inglés, Alicia. Mira, Carlos, las madres se merecen que las celebremos todos los días, pero hay un día, un día, una vez al año, que le dedicamos especial atención. Un día para recordar todos esos momentos que habéis pasado juntos. Y también, este día, le puedes hacer un gran regalo. En el corte inglés tienes muchas ideas para sorprenderla este día. Para las mamás que disfrutan con los pequeños detalles, puedes regalarle un set de productos para Spa de la marca del corte inglés por 99. c O n e un r o o s u organizador de joyas de Spa k i t s el corte inglés, por 19,95 euros. También encontrarás capazos y bolsas de playa desde 29,95 euros. O toallas y pareos de playa desde 16,95 euros. O también puedes regalarle algo mucho más personal, como moda de baño de Dolores Cortés y Banana Moon de cara a este próximo verano. O un pijama de la marca Aloe. Y no lo olvides, regalar siempre será más grande que cualquier regalo, porque tu presencia es lo más、importante. Junto al corte inglés. 4 de mayo, feliz día de la madre. En tienda web y app del corte inglés. Más de uno en Onda Cero. Minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Le han preguntado a los periodistas a Donald Trump esta madrugada, y qué madrugada no se le pregunta algo a Donald Trump, si tiene favoritos para, para Papa. r a p a El miércoles de la semana que viene empieza el cónclave, dentro de una semana justo, empieza el cónclave en el Vaticano, y ha respondido Donald Trump esto. ¿Es Pope? Sí. Me、like、gustaría e Pope. Me gustaría ser el Papa. <risa> Cortado. Madre mía, ¿Puede? ¿Puede? que Falta de criterio、no、falta. de, de, no, no, de no respeto de, Ay, de, lo、no、básico, de lo más o sea, básico. O sea, Biden podría ser papa. ¿Y por qué le gustaría ser papa si no es papa? Por, por edad podría.、Sí. Es el único requisito que cumple Trump. Está, el, está justo ahí <risa> ¿no? en el años umbral de, de los varón, 80. No, Cuidado, que. Me parece que、católico. no dice nada más que eso.、Y、efectivamente es un sexo también. Oye, pero、pues、si quiere tener un tercer mandato, sí, ¿por qué、claro. no va a poder ser d o cosas? Varón y 35 años. O sea, Alija Menei no puede ser. Ya, ya. Lo que nos faltaba. Bueno, que. De, de teócrata y a teócrata por otro lado. Que sí, ya hablaremos、sí. la semana que viene del c o n g r e s o porque、sí. ya no tengo tiempo para preguntaros por vuestros favoritos. Bueno, mejor, mejor, vemos, mejor, mejor. Veo que los gobernantes de algunos países ya van arrimándose a l g u n o s cardenales en concreto.、Eh, sí. Donald Trump apuesta por el de、Burke. Boston, u r me parece. b u r k Macron、eh, también apuesta por alguno, pero ahora mismo no recuerdo、sí. cuáles. Y, o sea, que esto es, Por el de Marseille. Unas elecciones. Siendo, no hay ninguno laico. e s n haciendo fotos. Qué separación de poderes.、Oh, qué fantasía. Y que hay un cardenal que está contando confidencias c o n c l a v e s anteriores. Para、sí. animar.、Sí. Ah, se está chivando.、Eh, Las cosas que、no、hace. No, no, no sé si, se, dame, lo va, no sé si se lo va a perdonar q u e r é i s dejar、santo? decir dos palabras seguidas sin comentar cositas? Sin hacer ahí apuntes de. Ah, bueno, qué reacciones honestas.、Sí. En una tertulia、claro. seria como la nuestra. Que está un cardenal advirtiendo.、Sí. <risa> Mamen、no、entiende lo que estoy diciendo, porque es una situación muy d í Ella es la primera provocadora. Es como es si tuviéramos efectos de efectos de réplicas cortas a lo que va diciendo el presentador sin ninguna necesidad. Hay un cardenal que está advirtiendo a sus colegas de cosas que pasan en los c o n c l a v e s para que vayan、sí. enterados a Roma. Sí, que sí, ya sé que sí. Y vaciar el, mini, vaciar el minibar, no, por ejemplo. No, los trucos para、antes. jugar al tenis. No, lo que, les, lo que les está advirtiendo es, primero, de que la residencia Santa Marta no es gratis. Eso o sea, es. De que hay que pagar como si fuera lo que es, en realidad, que es un、sí. hotel más que. Eso será barato. Sí, dice el contartulio. <risa> sí. ¿Querés、sí. barata? Y lo, y lo segundo, que cuando salgan a cenar con sus colegas. <risa> Porque el, ¿Por, el, se reúne el cónclave y tal durante el día, pero si no hay papa,、eh, se van a cenar fuera del Vaticano y luego ya vuelven es las i s t al a c i o n Eso e s ya、es? lo sé que es o es así. Bro, q u e violencia. Entonces... Pero, ¿vale? no、<risa> es un <espé> sabotador. <risa> Termina, Alcina, termina. Tiene n、eh, hora de apostar. Que tengan presente que es mejor ir sin hábito a las cenas, porque si, el,、mm. porque si el propietario del restaurante de turno sabe que son cardenales, les cobra bastante más que si son gente corriente. Ah, claro. Ya está, esto es todo lo que quería aportar. Mi aportación dura 15 no, segundos. s e r u e i b s Y la habéis convertido en tres minutos a base de decir sí,、ah, oh, oh, oh. cosas perfectamente、ah, que, innecesarias. Es interesante、tertulia. esto del trip advisor. De y las no、papas. necesito comentarios sobre si es interesante o no.、Lo n i valoraciones, de, ni juicios, ni, ni nada. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. El otro día、oh, hola, hola, agotaron, agotaron las bebidas alcohólicas en un minibar de uno de los cardenales que estuvieron de tertulia y tuvieron que pagar las bebidas alcohólicas. Una fiesta、Armad. de pijamas o de h á b i t a o queréis, ser gente <ríe> respeto. u De pijamas, ha dicho. Ha dicho fiesta Con lo de pijamas. Bueno, que se cuenta. Ignacio, la actualidad económica, por favor. Pues mira, los mercados financieros marchan a la baja. El i b e x 35 baja ahora mismo más del 1%. Los que más caen e s ArcelorMittal. La acelera, la siderúrgica, que cae ahora mismo casi el 5%, seguida de c a i x a b a n k y de Redella. Redella es la matriz de red eléctrica española que bajan. Pues más del 4%, y esto con una luz de resultados. Por ejemplo, los 3.400 millones ganados por el Santander en el primer trimestre, los 1.500 millones casi de CaixaBank, un 46% más. En cambio, Repsol gana un 62% menos, solo 366 millones de euros, por el contexto de incertidumbre que hay internacional, que todo lo que tiene que ver con las tensiones comerciales. Y por último, Iberdrola, que ganó 2.000 millones, un 27% menos en el primer trimestre. Y ojo a esto cuando el gobierno de Portugal ha anunciado la detención por precaución del intercambio comercial de energía entre Portugal y España tras el apagón. Quieren gestionar el sistema, los portugueses, de forma separada. Es decir, ahora mismo vamos a tener dos islas energéticas ibéricas. Gracias, Luis. Y que tengas un buen día. Ahora, ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, Amón? No le gustaba a Jorge Luis Borges, bien, empezamos. ¡No! ¡No! <risa> Te la estaba guardando. o q u e s t i a r a e Te la estaba amor, guardando. No, no, no. El jefe. No estoy c o n t i A, a ti mismo. mismo. Renuncias a amnistiar a alguien por primera vez en la historia del programa. Caramba. ¿Qué te pasa? Se va el tiempo. <risa> ¿Qué? Hay que decir algo、eh, no. cada diez segundos. <risa> cada uno ha ganado, al Sina 1 que viene a u Sina 1. Ah, ese lo mostró. Esta es la amnistía de Amon 0. Es incapaz、sí, de recuperar la posición. El vaticanista, todo lo que tenía que decir.、Mira. Tampoco quiero i d u l i z a r al compañero. No.、Marta. No puedes entonces. No puedes. No puedes. Hoy no hay amnistía. No la escribo. No la voy a h b l Le has callado, le has callado, querías callarle y lo has conseguido.、La、situación absurda, se viene produciendo desde hace 20、Pero、minutos. Él no dice no, él、programa. dice sí. ¿Cómo? A no puedo. Suele decir s、sí, i no, no. Lo siento. y a verdad,、no、asiente a lo que está diciendo el presentador, pero cuando él dice siento, algo, no puedo. Ha dicho, no puedo, no, no puedo. No no Cierra su iPad. Marta, Hasta aquí ha llegado、Déselo. su Magnífico. ¿Quieres que no n o lea? Los c a l a h a n que、no. se tienen que ir a l i c i a Que caminen, que caminen, que es el mejor deporte del mundo. Y es que cada, cada vez más personas disfrutan de este ejercicio tan sano. Caminar 30 minutos al día para estar más en forma. Descubre la invención de c a l a h a n los c a l a h a n algoritmo. El primer zapato nacido de una fórmula matemática que aporta excelente Amortiguación, estabilidad y adaptación. Camina con ritmo con c a l a h a n Algoritmo. A la venta de las mejores zapaterías y en la web c a l a h a n e s Adiós, Morodo. Adiós, adiós Mendizábal. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, Antonio. Buen puente.、Oh, adiós, Marta. a d i ó s Carlos. Sí. Hasta Amón. Mañana. Hasta m a ñ a n a Cinco minutos contamos las noticias de la c a s e p r f e c o Onda Cero Madrid. En Onda Cero.es. Estás escuchando más de uno en Onda Cero.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 Después de las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, aquí en Mase 1, iniciando la quinta hora de este 30 de abril del año 2025. ¿no? 25 sigue siendo. s í q u é tal, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya hacemos ya el, el cuatrimestre. Cuatro,、bueno, cuatro meses ya, sí, es、claro. verdad. Es verdad. Entonces, queda cuánto, me, ¿cuánto año queda? Dos pues tercios. Pues ocho. Sí, dos tercios.、Eh, muy bien. Pues hasta aquí llega mi aportación matemática <risa> a la quinta hora de esta mañana. Estamos preguntando cómo habrán superado el apagón. Los compañeros de la radio escolar SJB de la emisora del Colegio Público SJB, o sea, San Juan solven, Bautista. Con mucha solvencia, de seguro. Madrid. No, me refiero a si tienen allí. ¿Cómo se llaman? Generadores, si tienen.、Eh, ¿Cómo se dice? El, los grupos electrógenos. Gracias, grupos electrógenos. Sí, es además、eso. eran expertos bajitos en grupos electrógenos. Ah, también sí. Saben todo sobre cómo funcionan、bueno, l Hay expertos bajitos en todo, verdad. Bien lo sabe Irene Ramírez, que igual ya está en línea con este programa. Hombre, pues claro que sí, aquí estoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pues muy bien, aquí totalmente, enterándome de si aquí hay grupos de electrógenos, no los hay, me están poniendo cara rara, los expertos bajitos con los que estoy, yo creo que no hay, ¿eh? No sé. ...que Me gustaría a mí mucho í m saber cómo han vivido los expertos bajitos el apagón del lunes. ¿Tú cómo,、ah, les, bueno. ¿Cómo les has encontrado después de que.? Es verdad que ayer no hubo clase. O me han dicho, lo pasamos fatal, ...dieciséis horas jugando, fue increíble, madre mía. <risa> Están ap apenados. Mira, que lo cuenten ellos, estoy aquí con Greta, con Leo y con Adriana. Hola. Hola, hola. Greta, hola, hola Leo, hola Adriana. Hola. Contale, ¿qué pasó allá en el cola, B? Pues、eh, mandaron un correo, un email, no sé qué mandaron. <risa> Sí. Eh, pero mandaron algo y que decía que, no, que iba a haber cole, pero no clases. Y entonces、mm. entramos y a la entrada estaban todos los profes que habían podido venir con distintos grupos de niños. Nos subieron y estuvimos todo el día jugando. Y nos quedamos más tiempo de lo necesario en el patio. Sí, fue súper divertido. Hombre, ¿cuánto duró el patio? Pues casi dos horas. Una hora y cuarto. Casi dos horas Una hora y cuarto. Bueno, el. el, más bueno. el... Así es, horas una bueno, hora y cuarto, l l e g a m o s que casi 11 y cuarto a, a las doce y cuarto y a quince minutos. Muy bien, estupendo. Ya q u é jugaste, pues mira, yo estuve jugando un partido baloncesto y después un partido de fútbol. Madre mía,、pues no. yo estuve hablando con mis amigas. Una hora y media de palique, s í pero repasaré todo el cole. Una hora y media, no, no, a h vale, te quedo todavía cosas que hablar. s í muchas cosas, muchas cosas.、Vale. Pues、así al SINA, así la han pasado. Pues qué suerte. Es un balance. Qué positivo. Suerte,、sí. Qué suerte para, para ti, quiero decir, Irene. ¿eh? Qué suerte.、Eh, la visita para, para el reportaje semanal de los expertos bajitos, porque lo hicisteis antes del apagón. ¡Hombre, claro. Hombre, ahí estuvimos rápidos, ¿eh? Sí.、Era、Hombre,、mal. efectivamente. Y además fue muy importante porque aprendimos de carreras. Cuidado. Sí, Sí, sí está bien ya que con 10 años cada uno de ellos. Vaya, n pensando en el futuro, c o、no, no, si quieran e s t r arquitectos. No hay que meter prisa, que no hay que meter prisa. No, no. Bueno, que habéis estudiado, sabéis ya que queréis ser de mayores. ¿Es que que, no, pero que no, eres,、ah, no, pero que no fuimos a la universidad, que、ah. son carreras de las otras. ¿Sabéis lo que digo? ¿Vosotros、ah. sabéis lo que es ir a caballito? Esto que te coges así a h o b r o Aquí、claro. en la redacción vamos mucho a caballito. No, a、claro. caballito, es verdad. Las noticias importantes se dan a caballito, eso es verdad. Sí, porque、o、si、también. corres en la redacción te cansas y luego llevas fatigado.、Es、mejor que te iba alguien. Entonces hay siempre alguien preparado para traer、sí. al que tiene que dar la noticia. Y se、sí. sube la, la la, re... la,、sí. sin avisar, o sea, al asalto. Sí. sí. Ahí, es ahí hay uno parado. Pues a por él te subes y ya. Como ¿Y ya si fuera un taxi. ¿Qué es lo que quieres?、No, Llévame al estudio deprisa. Que yo no debo volver. Así es la realidad de la radio. Yo, que soy la que espera con la trompeta, tu, tu, ru, tu, tu, tu, como para avisar de que viene, ¿sabes? Entonces, yo no tengo esa experiencia. El caso es que esta gente la hace muy bien. Ellos se montan en caballito. Vosotros montéis a caballito estupendo, ¿verdad? Sí, yo sí, sí. Claro, pues vine yo aquí al recreo un día, lo s vi, digo, e n t o n c e s me lo llevo y o al hipódromo y me saco unos cuantos cuartos. Yo creo que aquí podemos aprender. Ah, para ¿sabes? Qué? Claro,、pues、que, ¿sabes? Claro, para que compitan ellos, ¿sabes? Para que también de paso, bueno, aprendan y tal, que es importante. Pero sobre todo es para que aprendan a correr, ¿sabes? Y ya de paso, el mundo de los caballos. También para montar mejor la espalda de sus amigos, el mundo jinete, todo eso lo trabajamos mucho. ¿sabes? Sí, pero sí,、eh, Greta, Leo y Adriana, ¿qué es más divertido? ¿Montar a caballito en el patio o montar a caballo en el hipódromo? Montar a caballo. Montar a caballo. Ah, caballo. ah, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué visteis allí? O sea, que lo primero que os encontrasteis, ¿qué fue? A ver. Un, una, un rodaje de una película, película. que、sí. v a a salir en 2026. Sí, pero no nos dijeron el nombre porque、eh, no podían. Era secreto. La、ah, película. Pero estaban, nada más llegamos. Estaban rodando allí una、película. Estaban rodando. Sí, una escena de carreras. Claro,、sí. por, por lo que sea de cocina no era, ¿no? Estaban allí.、Uh -huh. No. Efectivamente, vimos una carrera. Aunque、sí. fue, fue de ficción, pero nos valió.、Uh -huh. Sí.、Uh -huh. Efectivamente. Y luego vimos las pistas. Sí. Sí. sí. Un poco, pero lo más divertido fue、está? cuando vimos a los caballos. Ahí nos c a b a n Entrevistamos a un caballo.、Ah, s v、sí. Pero ¿cómo、sí. vais a entrevistar a un caballo si los caballos hablan en su lenguaje? No, se quería comer el micrófono,、diré. Sí. Pensaba que era una manzana. Claro, lo vio、sí. verde. Como era verde.、Claro. n lo, lo, los dientes que tiene un caballo, como para acercarle un micrófono. <risa> sí. Hicimos、pues、SMR.、Si、no te creas que eso le frenó. Ellos siguen diciendo:、eh. pon la mano, p o la mano yo. Yo creo que ya es suficiente la entrevista también. ¿Te imagináis cuando se le cae un diente a un caballo? Sí. No, no viene el ratoncito el Pérez, Pérez. Porque sí, si viene、bien. el ratoncito Pérez, lo que no puede llevar s el e diente. Claro,、no、viene el caballito Pérez. El caballito p é r e El pony. El, el pony Pérez. Pérez. Pérez. Viene el pony Pérez, ¿verdad? Se、sí. lo monta así a lomo, ¡ah! ¡ja! Y se lo lleva. <risa> vosotros r a m i d e o s SMR mientras masticaba、ah. la manzana. Sí. No, el caballo e l pobre estaba estresado. <risa> o sea, estaba, es Pero no era un caballo, era una yegua. Ah, p e r d o n a Se llamaba Loba. Sí. Efectivamente, todo eso aprendimos, la verdad. muy experto, pero ¿entrasteis en el hipódromo allí por vuestra cuenta?、O? No, estuvimos con una chica que se llamaba Ana. Efectivamente, Ana. Ana Chavarría, que es la subdirectora de comunicación del hipódromo de la Zarzuela. Y nos enseñó todo, ¿no? Todos los recovecos,、sí. que ya、sí. no tiene secretos para nosotros, aquel lugar. Por ejemplo, ¿dónde fuimos? A las cuadras, como habéis、sí. dicho, conocimos varios caballos, varias yeguas. Había gatos. Había gatos, había gatos, había gatos. h a b piernas. No, no, es que un montón de. ¿Qué dices tú de sin piernas? Había uno sin piernas. ¿Qué?、Sí. Había un gato, sí, había un g a o Vale, pero, pero le faltaba una, el resto sí、si、la tenía, porque、sí. si no sería una cosa muy rara, es que habéis dicho sin piernas en general. Digo, esta gente se tomó algo raro. <risa> había un gato、acá? cojo. Claro, había no, un gato、vale、cojo. No un gato que parecía una almohada y tirás, ¿sabes lo que te digo? Por favor. En fin, y bueno, pero tú también que dices que le faltaba una pierna como si no fuera grave la cosa. O sea, como si fuera. No, bueno,、grave. porque yo lo veía moda. Como si ¿no? a todos los gatos l e faltara algo. Dice, no, solo era una pierna. bueno, es, es que Será yo, una pata, pero. Es que e r d a s t á tanto con ellos. Le busco tres piernas. Al gato, ¡pam! No, venga, ya, paro, ya, por favor. Sí, pone el pon e n t o Os lo voy a presentar,、bueno. no, vamos vamos a por f a v o Venga, ya está, paro, paro. Damos por iniciada la grabación en el hipódromo. ¿Y cómo estáis? Contadme cosas. Pues estamos muy bien y muy emocionados. El, el hipódromo se llama el hipódromo de la zarzuela. ¿Me podéis decir algo de por qué creéis que se llama así? Porque hay muchas tartas. ¿Habéis venido alguna vez aquí? No. Luego nos vamos a subir a las cuadras para que veáis cómo se les cuida, cómo se les prepara para una carrera. Y mirad ahora las tribunas. ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo corre?、Sí. ¡Ostras! Pensaba que era más bien tierra. Una pista de hierba y luego una pista de arena también por dentro donde entrenan por las mañanas.、Anda. Sabía que no iba a ser tan, tan ahí en medio de la nada, pero no me imaginaba que la gente viniera aquí en traje. Vosotros no habéis traído ni chistera ni nada, a ver qué hacemos. ¿Habéis traído pajarita? No. Que venían ellos preparados paces de caballo, han estado ensayando y todo el sonido del caballo, q u é sí. Bueno, Gel está resfriado. <risa> está fónico. <risa> Eso ya no sé ni qué ha sido. O sea, ese caballo necesita un veterinario. Bueno, son preciosos, ¿verdad? Llevan como almohaditas las patas. Son que para que no se rocen, creo.、Bueno. Llevan calcetín en los caballos. Exactamente. que Calcetines no son. <risa> Ellos lo único que se protegen son con una especie de vendas para el día de las carreras. A veces se les pone unas vendas para que vayan más cómodos, para los que, que los tendones vayan mejor, amortiguen el golpe. e t e m o s otra t u r n é e ¿Qué es eso? Una t u r n é e es una vuelta. Nos damos una vuelta por aquí. ¿Quién es? s q u、vale. tal gente te i n h q u e saber idioma e la t u r n é e Bueno, pues esto es lo que veis <risa> para el día de las carreras, ¿vale? Todo eso que veis ahora en ese minuto y medio que dura una carrera se prepara mucho antes y muchos días antes en las cuadras, donde vamos a ir ahora. ¿Cuántos años llevas tú trabajando b u f Pues mira, que mi padre era yo. Entrenador, entonces yo me, me he criado aquí. Es un choque. A ver, un choque es un jinete que monta caballo, pero en carreras de caballos. Por eso se le llama c o q u e Son yokis o yoquetas en el cacho de las chicas, pero vamos, se denomina yokis para todos. Y luego los jinetes que son amateur, que significa que no son profesionales, sino que simplemente montan porque les gusta, pues se llaman amazonas. Oye, mam. ¿Has montado alguna vez a caballo? Sí, sí he montado a caballo. No llegué a montar en una carrera, sinceramente, porque me caí. Me entró en mieditis. Greta, ¿eh? ¿tú te has criado alguna vez de caballo? Es que yo, a ver, monto a Fony. Alto. yo de pequeña montaba un caballo que se llamaba gasto donde está es? el caballo donde está el caballo lo tengo aquí metido en la mochila me e n s e ñ a s Sí, claro ahora lo desmonto es como una quechua abro la mochila y se monta solo yo montaba a chispa y a silencio y quién te cae mejor chispa o silencio、Chista. claro h i s p a c que silencio es muy callado verdad lo que sí es muy comilón y muy vago me, me representa silencio es mejor y si tuvierais un caballo c ó m o l o llamaríais que s o galaxia y si tuvierais un un i c o r n i o el liberty pepe lorito pepe copión no, no. copio copiota copiota copio, te gustaría alcohol en caballo Claro, sí. Claro, sí ya está. Me gustaría vivir más lejos porque se estaría más tiempo en el caballo. ¿Sabéis que los caballos hacen caca? Bastante. En los deberes de un compañero y ya está. Qué suerte tenerte de compañero, ¿verdad?、Por、es que tienes una ida tan fantástica. Pero por favor. Eso ha sido Leo, ¿eh? Ya sé que ha sido Leo, pero es que no. Vamos a、pero、ver,、no、Leo.、Nada. Leo, eres un guagua. <risa> algo que decir. Lo que no h a dicho es que, compañero. ¿Qué compañero? De los que estamos aquí, si t u v i e r a que tu caballo caceca acá en, en los deberes de alguien, de nosotras, ¿de quién? En los de Greta. ¡Ah, a ¡Pero por qué! Encima. Defiéndete, Greta. Eso no tiene sentido, porque el caballo no entra en el colegio. En la mesa de la profesora, entonces. Ah, vale, pues también a, le va a. La pobre Aurora. Pobre Aurora. ¿Y <risa> <risa> no sería mejor que el caballo no se lo hiciera en ningún sitio? Sí. <risa> se en hiciera el bate. Le pone un pañal. Sí. <risa> <risa> Le enseño ir al baño. Claro, claro sí, dice. Sí. Pero yo creo que no cabe por la Necesito puerta. Necesito un bazo, un pas. Creo que no cabe por la puerta. Si alguno de vosotros alguna vez tuviera un caballo en su casa, en vuestras casas,、eh, ¿dónde dormiría, por ejemplo? En, ¿En mi cama. ¿En la cama de quién? Mía, de Adriana. En la cama. Pero no va, en a, caber, el jardín. No va a caber Adriana, ¿eh? No, pero se tumba y yo me tumbo encima. Pues í pues le va a encantar decir: Este dredón es un poco raro, o ¿eh? Y tú ahí tiras: ¡Hala! ¡Te quiero, caballo! ¿Un caballo sabe dormir de pie? Sí, sí.、Eh, sí. Bueno, los de carreras duermen tumbados. Tumbados. Y algunos de pie nos dijeron: l o s salvajes porque así, si venía algún animal, depredador, depredador、sí. pues salían corriendo más fácil que tener que levantarse. Sí. Como、ah. las jirafas. Como la jirafa. Sí, que sabemos un montón. Pues sí, sí, sí, sí. Sabe, sabe. sí, sí sabe. ¿Y cuánto corre el caballo? ¿Corre más que u n coche o menos? Quiero decir, a quince por hora. No,、creo、más. Le dijo sesenta kilómetros por hora, ¿no? 60 por hora. Los de carreras.、Sí. Yo、no、creo, carreras creo que carreras que un coche. Más que un coche,、sí. ¿Un puede, un coche o menos. i u a l e s puede c Sí, voltar, pero ¿eh? solo los de carreras y si están a tope. Y más que un monopatí.、Eh, sí, sí, sí, eso sí. Ah, vale,、eso、perdón,、sí. perdón. Vale, vale, v、no、ser. ¿Y un triciclo? Sí. O sea, los tres con un triciclo y muchísimo azúcar en vena. Corréis、sí, más no, o menos con caballos? Menos, menos, menos. Ah, vale. ¿Seguro? Sí, sí Vale, vale. no sé Yo, sí, sí, yo ese día os di un poco de chuche y me asusté. Entonces creía que más, pero no menos. Vale, vale. Perfecto. Voy a hacer una、está. pausa. Tengo que hacer una pausa, chicos. Pero ahora seguimos hablando de los caballos y de. Por, por ejemplo, de cómo se cuida un caballo. Sí, que、claro. se puede dar de comer. Claro. Sí, tendrá, el, tendrá el hombre que comer. El, se duchan todos los días. El hombre y la yegua sí, también.、Va. s <risas> e duchan. Pues yo supongo que sí, claro. Se hacen la p e l i c u l a h a r á n claro, y tendrán que estudiar también un minuto. Ahora mismo seguimos. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Ecológico y conectado. Más de uno en Onda Cero. o d o n d e Alsina? Seba. Sabemos que d a en este asunto, que yo creo que es muy importante que abordemos, que es、eh, a un caballo cómo se le cuida. O sea, que, que tiene que hacer un caballo todos los días. Tiene que. Lavarse los dientes, por ejemplo. juego、claro. con lo grande es que son los dientes otra vez. Sí. Sí. Con un cepillo de los de limpiar el、sí. calzado. Sí. Como, como, poco. <risa> como poco, ¿aprendisteis Como poco o cómo se cuida adecuadamente a un caballo, chicos? En sí. La sí, sí, más o menos. Claro, se q u e d a n con lo importante. Tienen unos médicos raros que les cuidan、raros. y les lavan y、sí. eso. Me, un médico、sí. raro. Las en, las carreras, en las carreras、claro. también、raros. hay una ambulancia para caballos、sí. y para las personas, por、sí. si se, se caen. Lo de la ambulancia para caballo, eso ha sido como un poco fruto no, de vuestra. ¿Lo dijo? Sí, sí、vale. dijo. Sí, es verdad, lo dijo. Había dos ambulancias, n、no、a para caballos y para caballos. ¿Y cómo lo distinguen? ¿El sonido que es distinto? Pues u no tendrás la, la siena de grande, y, y, otro más y el otro tendrá la <risa> siena <risa> de <una> I. <risa> claro, es que es eso, porque dirá, claro, efectivamente, para los caballos sonará como, a ver, Adrián. Vale, claro. <risa> para, que se aparten, ¿eh? para que se aparten los caballos, claro. Claro, que si no, ¿cómo lo sabes <risa> tú? que totalmente, es así.、Bueno. Sí, sí. Y también hemos hablado de que se duchan, ¿no? Sí, con un cubo de agua por encima. Los bomberos, los bomberos les mojan.、Sí. Le mojan los, los bomberos. Pero que esto, ¿quién os lo contó? Eh, un mi caballo Mi imaginación, mi imaginación,、sí. oh. ¿Mi imaginación? no, si、sí, ya, no, te lo contó Ana que nos l l e v a a la cuadra、ah, sí, allí. Nos、verdad. presentó a Manolito, Manolito, que era el que cuida los caballos, y nos, nos enseñó、Manolito. su traje de jockey. Ese、nos、fue José Luis Martínez, a un jockey profesional, sí. efectivamente, sí. un jockey profesional que ha ganado nueve veces el campeonato de España. Eso era muy chulo, eso era muy chulo, le hicimos muchísimas preguntas. Y ganó、sí. en Dubái la última vez no, no, es que lo vamos a con escuchar, el traje ¿verdad? que nos enseñó, efectivamente. Los caballos aquí cuestan mucho dinero, s í、sí, cuestan dinero, vale, pero sí. Que te digo que a lo mejor tú puedes tener suerte, que suele pasar en muchas ocasiones, ¿eh? y de repente compras un pura sangre inglés que está ya para competir, y a lo mejor entre. pone desde 3.000 hasta muchos miles. El de 3.000 va、Mucho、a ser、cero. difícil, va a ser difícil, pero bueno, lo normal pero... es que sea la media, media, media, unos 15.000. Pero está muy mal vender animales, no se supone que se tienen que adoptar. Todos los animales que tú quieras adoptar siempre va a ser mejor, pero hay otros animales, por ejemplo el pura sangre inglés, que se cría adecuadamente para la competición. Entonces tú no puedes adoptar a un caballo. si no sabes cómo educarle ni cómo enseñarle su trabajo. Por eso lo tienen que comprar gente profesional que le puedan enseñar a trabajar. Otra cosa es que te lo l l e v a s a tu casa. Pero mira, todo esto que veis, todo esto está lleno de caballos. c u e g a s diferentes. Vamos a ir a dos o tres. Ahora mismo es el tiempo de descanso de los caballos. Entrenan por la mañana, comen, descansan y luego a las cinco, cinco y media de la tarde, pues vuelven otra vez sus cuidadores y les vuelven a sacar, a darles otra vez de comer, a limpiarles, cambiarles el agua. Y antes los caballos los tienen como rarito. Y cuando en Marruecos le doy sandía al caballo de mi o ら、あリカ。 Y lo hace de una forma muy rara y suena muy chulo. Suena chulo. e s que también tienen dentista, ¿no? También. Los caballos de carreras tienen un dentista para que les quiten los dientes de leche, esas cosas, lo mismo que a nosotros, exactamente igual. Les pone braque. Manolito, buenas tardes. Me presento a unos amigos. El cuidar los caballos los baja el día de carreras,、claro. les mima, les da de comer. Ahora va a venir el entrenador y además de ser el entrenador de la yegua, vais a conocer al e mejor jockey español que hay ahora, José Luis Martínez, nueve veces campeón de España. Hola. José Luis, tenemos muchísimas preguntas para. A ti, ¿eh? ¿Dónde estamos entrando? En su cuarto de cambiador. Mira, mira, aquí hay foto, s aquí hay foto. s Aquí podemos ver cómo van vestidos, ¿veis? De、oh, Coloridad de colores. Un c a s t o con visera. Una camiseta con e s t i l o Y unas gafas de bucear. De bucear. Es como una especie de Capitán América. Capitán América en la piscina. Sí. Está muy bien. ¿Eso te lo pones tú? Sí. El yo que hay que vaya a montarlo. Está e s la gorra que veis aquí. Está e s la gorra. ¿Tú has puesto tú eso? Yo está así. p、sí, i parece de chicote, ¿has visto? Yo、bueno, bueno, es、chalecilla. que veo los programas. Un chaleco protector. El que llevamos, que no lo veis. No sé como pero... el de los policías.、Es、un chaleco antivarro. Porque van como bala, van así de rápido. Vamos a ver los caballos ahora. ¿Cuál fue tu primera carrera? Tenía 16 años, que era cuando se podía empezar a competir. ¿Cómo te a s t é Muy mal. Éramos 19, quedé el 18. 8 corrido en más partes del mundo? Europa, Asia y África. ¿Y si ha corrido fuera aquí, ¿cómo ves el que se organiza? O sea, los caballos son de allí. Que te lo envían por Amazon. ¿Quién le pone el nombre a los caballos?、Ah, los dueños de los caballos. Cuando la llamas, por ejemplo, Pepa,、sí. y de repente la cambias a Jorge,、eh, a la caballa, a la yegua, perdón, la le cuesta. ¿Le cuesta acostumbrarse a llamarse j o r j a Ellos se acostumbran a la persona que está con ellos diariamente. Y se acostumbran a su voz y su trato. m á s que a l nombre, el nombre, da igual. Pensé que los caballos se ponían nombre ellos mismos. Yo también. Les llegaban a elegir, por ejemplo, entre tres y él con la, con la pezuña señalaba、claro. el que le gustaba. Y así era la manera de. Pero ya ve que no he aprendido muchas cosas, ¿eh? Con vuestra visita.、Ah. Ay, es que nos hemos t r a d q u í n o o r o r que no me f u e r a Al dentista, efectivamente. Pero, cómo se, ¿cómo se sentarán en la butaca del dentista? Se sentarán con cuerdas. Le s atan con cuerda. s、sí, o n vendas. De pie. de pie se lo hacen. Sí, y el、claro. dentista que se pone Hombre, para、claro. abajo. Les duermen como los leones. Les pinchan. Ah, les duermen. El dentista le pone un andamio para que se pueda subir, estar a la altura de la cabeza、claro. del caballo y poderle mirar así desde arriba. Un poco. Me daría mucho miedo que me mordiera. Hombre, pero es、claro. que el joki llega perfectamente sin nada. Al caballo, a la boca. ¿Y cómo porque se es、sube? altísimo, verdad. Hombre, ¿el joki era alto o no? no? No, los、no. joki tienen que ser muy bajitos porque así son más aerodinámicas. Me dijo que yo valía. Alto y gordo. <risa> Leo, dice que a él le dijeron que valía. Sí, es verdad, tú, Leo. Vale, Siempre vale. que no crezcas. Es. Tú vales, Leo, si no creces. Así Siempre que no, creces. Que, se quede bajito. Así que no crezca. Pues ya se acabó、Pero、los petisuis, se acabó todo, ¿eh? Ya, o sea, no p u e d e ejercer más. Bueno, que ¿Te tenéis que ir. Que, que, que nos que que tenemos, que, tenemos que... que. Que toca lengua, venga, chicos. Sí. Sí. Que toca lengua.、Claro. Que tenéis Ay, que no, ir a clase. no, no puede、nos、ser esto de estar aquí, aquí perdiendo el tiempo en la radio en lugar de estar aprendiendo en clase. Es lo que Hombre, te... Como m e o que venga, a caballito, Greta, cógeme. Adiós, Greta, adiós, Leo, adiós, Adriana. a d i ó s Irene. a Adiós. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Menudos, Jorgianos, con Jorge Freire. Buenos días otra vez, Jorge. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo. Yo también me alegro. ¿De qué te alegras? De que estés bien. Pues estoy bien.、Eh, tengo un mensaje para ti. ¿Un e s o era un programa de Isabel Gemio. Sí. ¿no? Tengo una carta, tengo una para, carta, te, carta para, ti. para ti. Tengo una carta para ti. No, yo tengo un mensaje de viva voz. ¿Un mensaje adelante con el mensaje de ella?、Eh, no, bueno, es de mi madre. Mi madre quiere que、ah, te, que te traslade su agradecimiento porque en una jornada como la del lunes de tribulaciones, en fin, de zozobra, de turbación, de desvelo. Bueno, pues tú le serviste de compañía y sobre todo la tranquilizaste. Así、ah. que me ha pedido que te lo diga. Pues muy bien, yo le agradezco mucho a tu madre que nos eligiera a nosotros para saber un poco lo que iba sucediendo y lo que、mm. le estaba pasando. Claro, tampoco estamos aquí para alarmar a nadie, sino, sino para ir contando pues, cómo estaba el país. Lo que íbamos sabiendo, que tampoco te creas que era muy, sí, sí. muy, muy sólido. Y luego, pues para ir viendo a ver cómo estaba el personal. o ¿no? Vamos,、sí. ya, ya viste que al final la, la gente, la gente,、sí. el pueblo, los ciudadanos,、sí. pues oye, para lo que teníamos encima, yo creo que el resultado fue bastante razonable. ¿no? O sea、sí. que tampoco pasó nada. Bueno, es que el pueblo es bastante razonable en general. El pueblo español, no sé muy bien qué es eso del pueblo ni la gente, pero nos entendemos. Suele、sí. ser bastante、sí. más razonable de lo que parece. Que a primera hora pensábamos pues, que podía haber escenas de pánico, que、sí. el personal podía empezar a hacer cosas raras.、Sí. O asaltos a comercios, en fin, todas esas cosas. Y no pasó. O sea, algún, sí, sí, algún sí, episodio sí, sí. hubo, pero. pero es, bueno, esto lo hemos visto en, infin,、mm. en infinidad de películas estadounidenses, ¿no? Cuando hay un s í es que allí son otra cosa, a ¿eh? Allí、sí. son otra cosa. Se va la electricidad pero, y la gente asalta a los comercios. pues Los、no、americanos no pasa? son otra cosa. <risa> bueno, tenemos un dilema. <risa>、eh, ah, claro, sí. Esta es la sección de los dilemas morales en que, en re、efecto. que resuelve o no Jorge Freire. Bueno, en realidad tenemos unos cuantos, pero yo hete he aquí que entre sacado uno de la propia actualidad. Se me ha venido a las mientes, se me vino precisamente el lunes, y es el siguiente. A ver. ¿Es ético negarte a compartir las pilas en pleno apagón? <risa> es decir, son、pues、las、espera. tres. Las tres del mediodía. Son las tres. Se,、sí. Hora i n h o s p i t a donde las a l l a del lunes. Y llega、sí. el vecino y te pide. Unas pilas.、Mm. Bueno, porque evidentemente quieres sintonizar el transistor, pero claro, sucede que tú solo tienes las cuatro pilas que necesitas para la radio y no sabes lo que va a durar. Esto es importante. No sabes, a lo mejor esto se prolonga una semana. Y si tú compartes las pilas. ¿Cuántas con, pilas tiene? s tanto... Claro, tú、las、le tienes、contadas. que dar la, la, las、Conta. que tienes de reserva. Las que tienes de reserva, y oye, si esto se prolonga cinco días. Te quedas tú te sin reserva. Te quedas、ellas? en radio y se lo das a ese tío con el que coincides en el rellano o en el ascensor, y además es mal encarado, es un poco arisco. Y, y siempre t á s p o n i e n d o c o de monosílabos, <risa> efectivamente. Sí, pero es tu vecino. Es de los, tu vecino? No, de los que no saluda. <risa> bueno, es de los que no saluda y hoy te pide pilas, pero a lo mejor eres tú mañana el que le pide otra cosa. A lo mejor tú mañana le pides sal. Pídese las. Ese día. ¿Cómo pides? Los, ¿Qué tiene el vecino que puedas necesitar tú? Hombre, ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿En el momento en que te e s t á pidiendo algo、si、tú, tú l e haces el te... quid pro quo? No, hombre, no. Y tú estás diciendo que no le dé ni, ni agua,、Yo、ni los buenos lo días. y o no, he、ah, dicho nada. Yo ah, solo solo su... no, no. Ah, que todavía no h a resuelto. No h a resuelto, resuelto nada. Vale, entonces llega el vecino y dice, oye, que veo que tienes ahí siete pilas que no estás usando. p o r qué no me prestas, por ejemplo, bueno, prestas, p o r q u é no me das tres? Que son、sí. las que necesito para mi transistor.、Sí. Entonces... Bueno, cuidado, él no lo está viendo. Es decir, tú le puedes mentir, tú le puedes decir que n、ah. o tienes. Tú le puedes decir, no, yo es que él no. Él llama tengo pilas. y te dice, ¿tienes tú unas pilas para prestarme? Eso es. Y tú puedes decirle, no, yo es que pilas no, yo no gasto de eso.、Yeah. Yo, yo solo con cable, etc. é t e r a Y, y no, eso no es, no, es aceptable, eso es lo que debes hacer mentir. Pues yo creo que no. Si <risa>、ah, m e、no. pedís que resuelva, yo creo que no. Yo creo que eso sí que es absolutamente intolerable. Yo creo que está muy mal, porque al fin y al cabo, fijaos,、eh, voy a empezar con las etimologías. María Zambrano decía que la comunidad era compañerismo. Y compañerismo, compañero, viene de kum panis, que significa compartir el pan. El compañero, el vecino, es aquel con el que compartes el pan o en el que, llegado el caso, compartes las sardinas. En un momento、eh, inopinado de apagón general. Pues eso es lo que hace la comunidad, compartir las pilas o compartir las sardinas. Así que vaya aquí todo mi desprecio a esas aves de rapiña y a, y esas, a esos tacañones de las baterías. Y de las pilas y de las sardinas que no compartirían、eh, con el vecino y que lo acopiarían Para t o o d solo s para ellos, en fin, como Como,、eh, como gatos míseros、mm, abrazados a las、mm, roscas de las sardinas. Pero se le puede decir y, y abiertamente tu situación: decirle, mira, es que solo tengo cuatro, no sé lo que van a durar las mías, te las dejo mientras las mías estén con batería. En el momento en que yo me quede sin radio, me las devuelves. Entonces te las devuelve gastadas. Bueno, a medias. Pero hay un momento en el que tú vuelves a tener. Porque、radio. la opción de invitarle a que se quede escuchando la radio contigo en bueno, casa es no está a n b i n Yo le doy la radio si caso, quiere. ¿no? Pero vamos a ver, no, no confundamos las cosas. Cada, cada Yo le doy la, la radio si、todos. quiere. acaba de O sea, en una situación de emergencia total, que a lo mejor es el apocalipsis, porque el lunes al final. Pues no lo era, pero podría ocurrir que un día lo fuera, ¿no?、Pues、imagínate el、Estamos、apocalipsis a... con tu vecino en casa. <risa> pues es lo que te faltaba, c o yo, yo me remito a los clásicos. Yo cuando era muy pequeño, cuando era muy pequeño, mi u pequeño, y m tía Maricelli h me decía siempre Jorge José Iño, porque yo soy Jorge José. José. Siempre me decía una cosa de Tagore. Me decía Jorge José Iño, Jorge José Iño. Como decía Tagore, el valor de las cosas está en darlas y no en poseerlas. Y es verdad, lo importante de las cosas no es acopiarlas y tenerlas ahí como si fueras una urraca, ahí acumulando herrumbre. Lo importante es compartir con el vecino, porque eso te ennoblece. ¿Sabéis que el gran valor, la gran virtud para los griegos llevaba un nombre, en fin, un poquito aparatoso, megalopsiquía, que se traduce por grandeza de alma? Y si tú, la si tú la tienes grande, si tú tienes grande el alma, es que yo sé que no suena bien, si tú tienes un alma grande, necesariamente eres una persona generosa. Porque la persona de alma grande, es, eh, pues, pues, eh, su gran virtud es la munificencia y siempre está dando a los demás. Con lo cual, yo creo que hay que dar y hay que dar a la bestia. Si el vecino te pide pilas, dale las pilas y ya de paso dale la radio y dale el ordenador y dale la nevera y dale al gato si es preciso. Hay que, ser,、eh, hay que ser generosos, hay que ser dadivosos y hay que mostrar grandeza de alma. Ya, pero sin llegar a ser tonto, ¿no? s i si le das tu radio, tus pilas,、claro. tu ordenador, tu, tu hornillo. Eso no es ser tonto, s e r muy listo. Tú, porque Y、si、tu tú dinero haces eso, en efectivo. Mañana ¿Qué más necesitas, te más? querido vecino? Seguro que e l mañana te da más. Tú le das eso y él mañana llega y, y te regala. No, porque、posible. si luego no vuelve nunca la luz, no te puede devolver nada de lo que tú le has dado y entonces tu situación es mucho peor que la suya. Bueno, pero ahí nos estamos poniendo en un supuesto claro, muy. Claro que en、improbable. ese caso puedes tú ir al vecino al día siguiente y、claro. decir: Perdona, que estoy en una situación muy apurada, que como te he dado las pilas, ya, ahora ya no tengo. ¿Me puedes dar las pilas tuyas? Eso ya? es lo que decía yo. No, tú lo que has dicho es que el vecino se vaya a su casa y que no quieres a b e r nada. Al final de, vais a acabar juntos. Que aunque sea el fin del mundo, lo último es poder con, co convivir con tu vecino. Cosa que, que todo conduce a, a compartir la casa, las pilas, todo. Hay que compartirlo. Y yo creo que os estáis extraviando por una senda equivocada y yo me temo que no voy a poder acompañaros.、Es、yo os estoy mirando desde la l i n e a Compartir no es darlo todo. Yo estoy viendo cómo os <risa> extraviáis en, en esta senda de la inmoralidad. Entonces plantea una situación que es muy favorable para tu resolución: tu resolución que es, si te sobran pilas. Pero, ¿y si no te sobran? No, estamos hablando de. Si las tienes si justas,、sobran. las que tienes metidas en el transistor, no tengo más. e n t o n c e s ¿qué Entonces, te haces? Te...、Eh, toma, llévate la radio, vecino, con las pilas que. No en, no, absoluto, no, en absoluto, en absoluto.、No. Ah, eso no. no, claro. no, no, no ah, claro, ya no. tu generosidad no llega tanto. No, no llega tanto. Quiero ¿eh? decir, no lo、ah, pues, pues, estiremos.、Sí. Claro. Sí. No, no es elástica mi generosidad. Todo tiene un límite. h e m o s h a b l a de o d que es un vecino mal encarado, ¿no? Por favor. Muy bien.、Si、oyentes... Puedes ponerla muy alta, la r a d i o en todo caso. Sí, que te, que te cae mal ha quedado claro desde el primer minuto, ¿no? Falta que, que insistas.、Eh, si los oyentes quieren enviar sus、eh, dilemas morales a tu sección, el teléfono es el mismo de todo el programa. 609-831034, ¿no? 609-831034 o al correo electrónico más de uno arroba onda cero punto. Es que mira que es fácil el correo electrónico, que no tiene pérdida. Eh, gracias, Jorge Freire.、Eh, al revés, al revés, gracias a vos. Que tengas un día estupendo.、Eh, lo mismo os deseo. Compra、bien. pilas, sí. Sí,、así、pero es, para regalárselas、es. a tus vecinos.、Eh, cantidades industriales.、Qué、bonito sería eso, ¿no? h O l a vecinos, he comprado pilas para todo. Y、pues、sardinas、eh, y l a t i t a s de sardinas. p、oh, a ir dejando en cada, y en cada puerta del、alazones. bloque, i dejando ahí unas pilas. Unas me has dado、pilas. una idea, me has dado una idea para no hacerlo. <risa> Minuto, ahora mismo continuamos. <risa> Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. No solo las grandes corporaciones avanzan en su digitalización, sino que también tienen que hacerlo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tal como estamos recordando durante todo el día de hoy aquí en Onda Cero. Para impulsar a las pymes que en ese proceso de digitalización, está en marcha la iniciativa Kit Consulting. Este es un programa de ayudas del gobierno, está gestionado por red.es y también participa la Cámara de Comercio de España. Y nos atiende unos minutos Inmaculada Riera, que es la directora de la Cámara de Comercio de nuestro país. Inmaculada, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, hablamos de un programa que es k i d Consulting para ayudar a la digitalización de las pymes, que tiene como una de sus ventajas lo que llaman cero papeles. Y explícanos, Inmaculada, en qué consiste esto. Pues nada, encantada de, de estar con vosotros. Y de hecho, el k i d Consulting, como decías muy bien, es un programa orientado al asesoramiento digital de empresas, sobre todo aquellas con tamaño entre 10 y 249 empleados. Y el objetivo es la mejora de sus procesos de digitalización y, sobre todo, de competitividad. ¿no? Y un elemento muy importante para conseguir atraer a las pymes a este programa, pues creemos que es facilitar el acceso a los beneficiarios, a las pymes, con la mayor simplificación y las menores trabas burocráticas posibles. Y para ello, bueno,、pues、nos hemos ap apoyado en herramientas de robotización, en inteligencia artificial, aplicables en los procesos de solicitud. Y todo ello. Pues en definitiva hace que las empresas no tengan que aportar documentación alguna y también que se autorice a Red.es a consultar pues, todos los requisitos y las obligaciones necesarias para ser beneficiario. Y esto es lo que representa el cero papeles. ¿Y con qué problemas, de Inmaculada, suelen encontrarse las pymes españolas cuando dan el paso de empezar a digitalizar su actividad? El, el tamaño de la empresa pues influirá también ¿no? en, el, en el proceso y en el resultado. Sin duda. Pero yo creo que hay tres factores. Primero, la burocracia, n o que con este mismo programa, como decía ahora, pues ya se reduce significativamente. n o Y este también es un objetivo: n ¿no? ser facilitadores y, se, y, sobre todo, simplificar. Segundo factor es la financiación, que obviamente también、eh, a través de este programa y a través de los fondos europeos se contribuyen n o a financiar este proceso de digitalización en las pymes. Y el tercer elemento. Que más influye es el tamaño de las, de las pequeñas y medianas empresas, como muy bien decías. n o Y respecto a este tema y a la, a la problemática del tamaño, en general, a menor tamaño, menor es la disponibilidad de personal especializado para afrontar los procesos de digitalización en las pymes. Y esta es una realidad general, no en todos los casos, pero quise, sí que,、sí、que se da. Y de aquí la oportunidad del Kit Consulting, que cuenta con más de 2.800 asesores digitales asesorando a las pymes en ámbitos tan punteros como son la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la gestión de datos, ¿no? que son pues, ámbitos necesarios para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Y los resultados del programa, yo creo que. Demuestran claramente el alto nivel de interés de las pymes en afrontar estos procesos de cambio, y hasta este momento contamos entre los dos programas, el Kit Consulting y el Kit Digital, con más de 550.000 pymes beneficiarias. Por tanto, me parece que los resultados son realmente extraordinarios y evidencian el enorme interés y la enorme también necesidad de las pymes por avanzar de manera decidida. Los procesos de digitalización y por tanto de competitividad. Kid Consulting, que llega a las pymes de todas las provincias españolas, ya lo ha hecho para empresarios, para empresarias, da igual el sector y da igual el lugar en el que se encuentren. Lo importante es tomar conciencia de la digitalización, de la relevancia que tiene la digitalización para el futuro de sus. Propias empresas y para los clientes de esas empresas. Maculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, gracias por habernos hablado de Kid Consulting,、eh, el programa en el que colabora la institución que usted dirige y que gestiona, recordamos, red.es y del que vamos a seguir hablando durante el día de hoy en los programas de Onda Cero. m a c u l a d a te envío un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias y muy buenos días. ¿eh? Cinco minutos, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana, 10 de la mañana en las Islas Canarias. Y después de las noticias, vamos al teatro como cada miércoles a esta hora y ofrecemos la función de hoy de Radioficción.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 Más de uno. En Onda Cero. España. a u m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 Y tú solito te despiertas pronto sin siquiera despertador. ¿Será tu reloj interno? ¿Será que tu cuerpo pide Julia en la Onda? Escucha Julia en la Onda. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio. La información es poder. Poder conocer. Poder entender. Poder cuestionar.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 Desde el Teatro Luis del Olmo de Onda Cero, Carlos Alsina presenta Radioficción. Adelante, compañeros, desde el Vestíbulo del Teatro. Buenos días, buenos días, estimados radioaficionados, queridas radioaficionadas, desde este abarrotado vestíbulo del Teatro Luis del Olmo, que como cada miércoles se llena de espectadores deseosos. De ficción sonora en directo. Estamos muy felices porque acabamos de conocer que Radioficción ha sido nominada, ha sido premiada en unos premios muy importantes. Pero antes de que, que Alsina le cuente los detalles y aprovechando estos pocos minutos que quedan antes del comienzo de nuestra función de hoy, voy a presentar a nuestros oyentes a una de las personas más importantes de este teatro. Voy a acercarme. Buenos días, señora, permiso, un momento, por favor. Voy a acercarme a la taquilla del teatro para que escuchen por primera vez la voz de una de las personas. Oiga, oiga, no se cuele. No me cuelo, caballero, no se preocupe. Una, una de las personas más importantes decía, porque es quien despacha semana tras semana los tickets, los billetes para entrar en radioficción. Buenos días, Angelines. Ay, buenos días. ¿Esto cuándo sale? a、oh, e s t o es en directo, Angelines, estamos en directo ahora mismo. Tú mereces también que los aficionados te conozcan. Anda ya, f a l a m e r o Aquí las estrellas son los actores. Yo no tengo nada que、oh, decir. vaya que no, vaya que no. Si tú estás aquí desde, desde la primera función, ¿verdad? Sí, sí, sí. Desde que inauguramos el teatro. Hace ya. ¿Ocho meses? Ocho meses. Y en estos ocho meses, Angelines, en estas 28 ediciones de radioficción, ¿sabrías decirme cuántos billetes has despachado? Aquí ¿Cuántos? en esta taquilla, sí.、Uf. Pues no sé, me pillas ahora mismo, pero eso se lo tiene que saber muy bien el contable. Que para estas cosas te saca hasta las estadísticas de pago con tarjeta o efectivo、yeah. de nuestros espectadores.、Yeah. Pero vamos, más o menos sí me hago la idea del número. Ah, sí, ¿y cuántos son? ¿Cuántos dirías? Bueno, pues una cifra exacta, no sé. Pero te puedo decir que yo creo que esta temporada llegaremos al millón de espectadores. ¿Al millón? ¿En serio? Sí, sí, estoy segura. Finales、sí. de mayo, principios de junio, ahí va a estar. Bueno, pues está usted informadísima, Angelina, para no llevar la cuenta tan exacta. Bueno, bueno, bueno es que el contable. Duro, es mi marido. Acabáramos. Bueno, y un millón de espectadores, decía usted. Bueno, pues digo yo que el espectador o la espectadora un millón tendrá que tener un, no sé, un recibimiento especial, ¿no? Que, Bueno, o q u e digo un recibimiento? Una función especial para ella entera.、Claro. Perdonen, perdonen. Les queda mucha cháchara que、no. va a empezar la función y no hemos comprado aún los billetes. Bueno, pues tiene, tiene usted toda la razón, caballero. Disculpe. Muchas gracias, Angelines. Que vaya bien. Y un saludo para su marido. Claro, claro. Gracias. Hasta luego. Dígame, caballero. q u i e r e quiero, mire, dos localidades, ¿eh?、Claro. Pero, pero de patio de butacas, ¿eh? Sí, señor. Pero me las da cerca del escenario, por favor.、Ah, haremos que un... ando un poco sordo de este oído, ¿ah? ¿eh? Ah, y por favor, con descuento por carnet de la de aficionado. Muy bien. Y el 10% de familia numerosa. Claro. Ah, y otra cosa importante: que yo soy de la Leti de Madrid, d e h Radioficción. Es mentira, pero está pasando. Con todos ustedes, el anfitrión de este espectáculo, Carlos Alcina. m u c h í m a s gracias. Muchísimas gracias. Están un poco fríos ustedes hoy, ¿eh? Se a p l a z ó Bueno, buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de Radio Ficción. Como cada semana, aquí en la radio vamos a tratar de hacerles vivir grandes emociones, aunque los primeros emocionados, la verdad es que somos nosotros, tengo que decírselo. Todo el equipo que hace posible que cada miércoles exista esta función radiofónica. Es mentira, pero está pasando. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Sí, gracias. Le aplauden más a usted que a mí, se da cuenta. Bueno, les decía que el equipo de Radioficción está muy feliz porque este pasado fin de semana hemos tenido el honor de recibir uno de los premios que más felices nos podían hacer. Bueno, el que más felices nos podía hacer,、eh, ¿para qué negarlo? Es、eh, un galardón que colma a todo este equipo, desde Adelaida Tomé, la gran Adelaida Tomé, Nuestra directora de escritores, hasta el último de los tramoyistas de este teatro. Me refiero a la máxima distinción que concede la Unión de Actores, Escritores y Productores Europeos de Radioteatro. Me refiero naturalmente al Gramófono de Vidrio. Es un premio. Muchísimas gracias. Es un premio que en realidad es de todos ustedes. Gracias. Gracias. Cuando hago con la mano así, es, ya vayan. Para que vean ustedes que no es una manera de hablar, esto d es que e un premio para todos ustedes,、eh, vamos a mostrárselo. Aquí está su premio. Traed, por favor, el equipo. Sí, traed el, traed el premio al escenario, que lo vea el público. Eso es. Es que llevan los del equipo tres días haciéndose selfies con el gramófono de vidrio para poder presumir en, en, rete, en redes sociales. Tienen el premio secuestrado. Sí. Sí. Y Yo lo entiendo porque es una auténtica obra de arte y además es muy grande, pesa más que, que la Copa del Rey. Pesa sus buenos 12 o 13 kilos ¿eh? de vidrio del Véneto en cristal de Murano. O sea, ya, viene, ya está aquí, ya viene, ya viene. Con todos ustedes, ahora sí, el premio de todos los radioaficionados: el gramófono de vidrio. Lo ven bien. Sí, lo ven bien. Súbelo un poco más. Súbelo un poco más. Que lo vean desde el fondo. Una maravilla, ¿verdad? Qué preciosidad. Qué preciosidad y qué buen cristal, de verdad. Vamos a ponerlo mejor en esa mesa, compañeros, para que podamos empezar ya la función. Es una mesa que está retroiluminada para que puedan verlo también las personas que estáis ahí más al fondo de,、eh, de la platea. Con cuidado, con cuidado. No, con más, con más cuidado. Cuid tened un poco de cuidado con el gramófono p e de... r o q a p e r o qué has hecho? ¿Cómo? Que, ¿Qué he hecho?、Estoy、¿Qué has.? s q e s o h a c i o Pero vamos a ver, ¿qué has hecho tú?、Había、pero、Ramoso. si yo n o tenía bien cogido. Pero, pero vamos a ver, si, si te he dicho que lo cogieras tú sola, que yo me iba a poner bien la mesa. Pero, va, pero vamos a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a cogerlo yo sola? Vamos a ver, ¿podéis dejar de discutir? Pero, pero, no, pero, o sea, de, dejad pero, de discutir. Pero tú, tú, tú, e r e j a r e c r r e c o g e r por lo menos los pero, trozos del premio. Sea, pero pero no, vamos no, a ver. Es que, o s sea, que encima nos vamos a cortar con los que salen. Recoged es, los trozos es, del o sea, premio que habéis roto, por favor, y que no nos van a volver a dar nunca. Pero es que ha sido ella, yo no he tenido la culpa, ¿eh? ¿Cómo que he tenido yo la culpa? Pero vamos a ver, tú de qué vas. Joder,、eh, vosotros dos, perdonadme,、eh, que seguramente tendréis nombre. Vosotros dos, al terminar la función, os pasáis por、eh, recursos humanos. Joder.、No, e es verdad que s que l Lo más importante, en todo caso, querido público, si es, que lo, si es que lo más importante, queréis dejar de cuchichear e ir directamente a recursos humanos. Lo más importante no son los premios. Lo más importante es. El reconocimiento, pienso yo. Lo más importante es、eh, el cariño. Lo más importante es la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿No les parece a ustedes que eso es lo más importante? No. No les parece a ustedes que eso sea lo más importante. Gracias, Encarnación Carrasco, nuestra directora de orquesta, que siempre está al quite. Muchísimas gracias. Vamos a ofrecerles unos oportunos、eh, segundos musicales ahora, mientras est estos jóvenes, antiguos miembros de nuestro equipo de radioficción, Se ocupan, si empezás ya, de, se ocupan de recoger del suelo. nuestras ilusiones. Es que nuestras ilusiones hechas a ñicos de Murano. Ha, ¡Ha sido su culpa! Pero que dejes de mentir, que no ha sido mi culpa. Madre mía, manos de trapo es lo ¿Qué? que tienes. Ah, y. y... Y tú, el pulso de mi abuela. Es que, encima, pero vamos a ver. Sí, pero irte Estás... cogiendo mientras decís estas ¿Es cosas. Es que. Estás tú para robar muchas panderetas. Ah, espera, espera, que aquí el gracioso. Pero es que serás idiota. Hombre, de verdad, ¿eh? Tampoco.、Uh. Tampoco tenéis por qué insultaros entre vosotros. Torpes. Muchísimas gracias. Vamos a presentar a continuación el primero de los relatos que interpreta hoy el elenco artístico de Radioficción, con una estrella invitada cuyo nombre y cuya voz enseguida. Que nadie se mueva de su sitio, por favor. Todo va bien, todo va bien. Por favor, que nadie se mueva de su puesto de trabajo. Y nada de fotos ni vídeos. ¿Qué, es, qué está pasando? ¿Esta señora quién es? Que todo el mundo tenga sus tarjetas de identificación a mano, por favor.、Eh, ¿Dónde va usted? Oiga, oiga, el violinista, el del c h a q u é he dicho que nadie abandone su puesto.、Discu、discúlpeme,、eh, ¿me puede decir quién es usted y qué hace en mi programa? Muy buenos días. Mi nombre、buenos、es Cecilia、días. García del Ramo, inspectora de trabajo. Encantada de saludarle. Ah, pues, pues yo no. O sea, que yo no estoy tan encantado como usted. Me va a disculpar. Porque、no. Usted debe de ser don Carlos Alsina Álvarez, con DNI,、sí. 48 millones. No, tampoco hace falta que d e todos mis datos. Efectivamente, soy Carlos Alsina Álvarez. ¿Qué se le ofrece? Eh, mire, eh, figura usted en nuestro fichero como director y máximo responsable del Teatro Luis del Olmo. Sí, sí, sí. Ver es que ahora mismo estamos en plena función, disculpe. En el、me. que trabajan, según nuestro fichero, 63 personas con contrato fijo, 33 empleados fijos discontinuos sí,、no、sé. y 19 colaboradores con contrato pues, mercantil. Pues, ¿Es pues, así? Pues supongo, pues supongo que sí. Yo, yo qué sé, no lo sé, señora García del Ramo. Ah, ah que no lo sabe. ¿Dirige todo esto y no sabe en qué régimen están contratados sus propios trabajadores? Que no, que lo que quiero decir es que en este momento. Pues empezamos bien. Aquí tiene la notificación, señor a l c i n a Esto es una inspección de trabajo. ¿Pero ahora? La inspección de trabajo tiene que hacerla usted ahora. Hombre, mañana es 1 de mayo. ¿No le parece buen momento? Le recomiendo por su propio bien y el de su empresa que presten la máxima colaboración y aporten toda la información que se les vaya s o l i c i t a n d o por supuesto. Si yo, t i é n d a m e colaboro con lo que usted necesite, de verdad, doña Cecilia era. Doña Cecilia.、Uh -huh. Me deja usted una hora para acabar la función y soy todo suyo. Oiga, oiga. Aquí ahora quien da las órdenes soy yo, ¿entiende? No puedo esperar una hora, caballero. ¿Qué cree? Tengo otras 17 inspecciones en el día de hoy. No perdamos tiempo. Vamos a empezar por la evaluación de competencias laborales y desempeño profesional. Muy bien. ¿Y, es? ¿Y eso qué es? Pues tengo que comprobar que las personas que usted ha contratado para ejercer una determinada tarea efectivamente saben desempeñarla. Pues, pues claro que saben desempeñarla. No,、bueno, perdone, perdone de pero eso lo decidiré yo. No sabe la defraude competencial que me he encontrado por ahí. A ver, usted, usted, identifíquese, nombre y puesto. ¿Ja?、Uh -huh. Sí, díselo.、Ah, eh, me llamo Félix s Angüesa Martín y soy el tercer trompetista de la orquesta. Eso es.、mm. claro. ¿Y esos papeles de ahí? No, no, no, no, no los esconda, no.、Eh, no, no, si son las partituras, no escondo nada. Pues me las llevo, que tenemos que examinarlas、no. con cuidado.、Pero、sí, sí, traiga, démelas. p e r las piezas. Pero, pero. ¿Y esa de ahí es su trompeta, imagino? Sí, señora, sí. ¿Puede demostrarlo? ¿Que s i puedo demostrar que esta es mi trompeta? No, que s i es usted trompetista. ¿Puede usted demostrar que efectivamente tiene los conocimientos musicales para desempeñarse como tercer trompetista de una sinfónica? Me pregunto, por favor. Uh, uh, sí, claro. claro. ¿Quiere usted que toque algo en concreto? ¿O ¿Quiere jazz, algo clásico, l i n o de l a l l e t t i Mire, no se haga el gracioso. Música, música, caballero, lo que sea, que no tengo toda la mañana. Voy, voy, voy, toca, toca, Félix, toca. Voy. Toca. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. No sabía que se había tocado la r o s p e t a Toda esta gente que aplaude inducida, ¿dónde está su contrato? Va, vayan, vayan sacando sus contratos y sosténganlos pero, donde yo pueda verlos. Pero, pero, pero que el público que viene a vernos no tiene contrato, doña Cecilia.、Eh, a ver, me está diciendo que tiene aquí a, a 800 personas. No, son 1.200 ahora mismo. 1.200. ¿200, 200 1, personas 1, 2, 1, 200. sin contrato? No,、eh, con, con entradas. Lo que hace el, el público es comprar entradas. Enséñele, enséñele, por favor, enséñele a Doña Cecilia, a h í e s t á Que yo、M、lo vea. Muestren, pon、eh, l、eh, a ver, mano、vea. en alto. Pero, es el billete, gracias. ¿Tome, ¿tome? Tome mi billete y el de mi marido Julián también. A ver.、Uh -huh. Esto parece una falsificación. La señora. Me lo tomo con tal. Oiga, pero ¿por o, quién me toma a mí?、Billete. No veo código QR. Demuéstreme que es una espectadora de verdad.、Uf. pero vamos a ver, ¿cómo quieres que le demuestre yo eso ahora? Pues a ver, por ejemplo,、eh, r í a Ría mucho, ¿Ya? como si estuviera viendo una comedia graciosísima. Uy, pero yo no me puedo reír así en frío si no hay nada gracioso. A ver, ¿se sabe usted algún chiste así, verderón? Muy bien, pues tomo nota. El teatro ¿Eh? tiene falsos espectadores que no reaccionan ¿Cómo? adecuadamente. no, o i g a u o No, claro, es que eso es muy injusto, esto que acaba usted de decir. Mira, le garantizo、Cecilia. que ha hecho inspecciones en muchos teatros no, no, y、bueno. todos los espectadores saben reír muy bien.、Eh, me va a decir a mí cómo es un público. Mira, escuche, escuche, que sí que me río, mire. ¡Ah, a、ah. ¡Ah, ah, ay! ¡Ah! ¡Mira qué fuerte en el río! ¡Ah, ah, ay! Usted como todo, ¡Ay, que me parto! Como todo el mundo sabe reír. Es que tiene una risa contagiosa esta señora ¿Puede falsa. Puede ser, puede ser, pero insisto en que estas entradas parecen falsas. s d ó n d e las ha comprado, señora? Eh, chica, ¿dónde va a ser? Pues en l a t a q u i l l a Pues como todo el mundo. ¡Eh! Esa señora de ahí es la que me ha despachado el billete. Ella le puede dar fe de todo. Eso es, es Angelines, que es nuestra taquillera y es una de las empleadas más eficaces de todo el Teatro Luis del Olmo. Si es eficaz o no, me da igual. Lo que yo vengo aquí a comprobar es que todo esté en regla. Sí, sí, que ya me lo ha dicho usted tres veces, eso. ¿Usted es Angelines entonces? que a Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es, trabajo en el despacho de billetes. Muy bien, muy bien. Pues dígame. ¿Cuánto cuesta un billete? ¿Cuántos vende por sesión y al mes? Y lo más importante, ¿qué beneficio neto queda después de descontar los gastos de representación, las nóminas, los derechos de autor, el mantenimiento de la sala y el pago a ay, proveedores? Ay, ay. Uy, frene, frene un poco. Pues no lo sé. Eso se lo tendrá que preguntar usted a los de contabilidad. Yo solo vendo tickets. Y los vende muy bien, muy、vale. bien. Quiero ver al contable entonces, ya mismo, sin demora.、Mm, pero trátele bien, por favor. ¿Cómo ha dicho? p o r Que por supuesto que puede ver al contable, pero lo que pasa es que el contable está en las oficinas, que están en la parte de arriba. Puedo subir escaleras, no se preocupe.、Pues、perfecto. Son unos cuantos pisos. ¿eh? Mm. Por favor,、eh, voy a pedir a los espectadores y a los oyentes de radioficción. Que permanezcan con nosotros un momento. ¿eh? que Vamos a resolver esto muy rápidamente y retomaremos enseguida la función prevista para esta mañana. Ver, ven, acompáñeme, inspectora. Venga usted conmigo, que es por, que es por aquí.、Sí. Tenga, cuidado, tenga cuidado. Después de usted, doña Cecilia, por favor. Después de usted. Necesito que me responda usted también algunas preguntas importantes,、pues, señor Alsina.、No、faltaría más, dígame usted. A ver, ¿cuántas páginas tienen los guiones de las ficciones que representan? Pues, eso, pues depende. Eso se lo podrá decir la jefa de guionistas, que es Adelaida Tomé, que la conocerá usted, la grandísima Adelaida Tomé. ¿Y la señora Tomé disfruta de su correspondiente plus de responsabilidad? ¿Cómo facturan ustedes sus derechos de autor? Las máquinas de escribir las tienen declaradas como capital inmovilizado. Es que usted hace varias preguntas una detrás de otra, y entonces no se sabe cuál responder, pero yo no sé nada de todo. Esa información se la tienen que facilitar. Tenga cuidado con el rellano. Esa información、sí. se la facilitan en administración, que está en, en otra planta. Voy o d e n o m i n a s e d e contrato, pues la verdad que tampoco me p u e o d e c i Tampoco、preocupo. sabe bien. Hay cosas bien, que hacer yo como un hombre. entiendanme. Pues a ver si me puede responder a otras cosas. b、sí, i bien. ¿El grosor del telón del teatro se ajusta al convenio vigente? ¿La tarima del escenario es de madera pulimentada antiresbalones? r pues, pues ahora mismo se lo preguntamos si quiere usted. Eso depende de los de mantenimiento, que es un piso distinto al que estamos. O sea, no... en conclusión, usted no sabe nada. Dirige esto, pero no tiene ni idea de nada de lo que pasaría. a Que me está usted preguntando demasiadas cosas, y además muy específicas,、mm. señoras. ¿Es este el despacho del contable? Sí, ¿O、claro. tampoco lo sabe? Pues claro, sí, sí. Aquí es donde trabaja nuestro administrativo. Él, él lo tiene todo al día, ya lo verá, porque otra cosa no, pero es, es muy pulcro para、mm. sus cosas. Eso espero. Perdona, Arturo. Hombre, Alcina. Tienes un momento. ¿Qué pasa, maestro? Hombre, claro, pasa. Si no puedes pasar tú, yo ya no sé quién me va a pasar sí, no, aquí.、Eh, mira, mira, mira, Arturo, que vengo con esta. Es una inspectora de trabajo que es muy eficiente、sí. y entonces te va a pedir a algunos documentos. ¿eh? Ah, bueno, claro que sí, primero. Mira, a ver, dame un momento, espérate, que estoy terminando una factura, que es que tengo que enviar, porfa, esto antes del día 28. Eh. Pero、eh, no tienen ustedes ordenadores, discos duros, documentación en la nube. Necesita una copia de su copia de seguridad, toda la información fiscal y financiera. Bueno, bueno, yo, yo qué disco duro de eso no, yo no tengo. Yo, yo prefiero la, la Olivetti, esta, que, que si lleva la luz. s i g u e funcionando. Nunca se sabe cuándo puede haber un, un apagón de eso. eso、ah, es, Así es. ahorro mucho dinero con el papel calco. Mira qué maravilla el papel calco. Esto es. está muy bien. Lo, lo tengo todo aquí en archiveros, en archivadores de anillas,、no, claro, ahí claro, en la guardilla, al、claro, teatro. Claro, porque Arturo es de la vieja escuela, e s c e c t o r a de la、Ajá. vieja escuela. i n m u n e a los apagones. Bien, bien. Pues me hace una copia de todo lo que le he pedido. Con su firma para dar fe. Pero madre mía, pero eso son muchos folios, muchos calcos, son muchos gastos. Pues sale, Ala, a teclear y rápido. Madre mía, qué tío. Bueno, Arturo, Te dejamos, eh. Gracias. Vale, vale, vale a ti. Gracias. Hasta luego. Me lleva ahora, si es tan amable, señor Alsina, a la sala de guionistas. ¿Saganista? Necesito, sí, llevarme también documentos de ahí.、Eh, perdóneme, pero. Realmente es necesario que se lleve usted lo que están escribiendo ver, los guionistas. Todo. Lo que han escrito, lo que están escribiendo y las ideas que van a escribir. Ya, ya pero, le he dicho que estoy evaluando también competencias. Ya, pero me parece excesivo porque es un material muy confidencial. Es, es, esta es la sala donde hacen las reuniones. Lo que pasa es que hasta ahora、mm. no creo que esté n porque los guionistas, la verdad, trabajan bastante poco y、ah. mucho menos a estas horas.、Mm, ¿Absentismo laboral? No. No quería yo decir eso, simplemente que buscan otros lugares donde inspirarse, pero、mm. forma parte también de su trabajo. Bueno, vamos a entrar. r、oh, oh, oh, Perdón, perdón, perdón. Sí, vámonos.、Eh, oh, oh, oh, oh. <risa> no, o、oh. s a b e qué p a s a h ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! h Pues que、Ay. una cosa lleva a la otra y al final, pues. Uy, mire, mire, mire no se preocupe, señora Sino. Es... Esto pasa en todos los centros de trabajo, lo tenemos bien estudiado.、Ah, ¿sí? Si le dijera los sitios donde me he encontrado yo a parejas haciendo sus cosas, bueno, ni se imagina. Hasta en la sala frigorífica. q u é me dice, Sí. Cu cuente, cuente. Es que era una empresa de congelados. <risa> bueno, bueno, a ver,、eh, ¿dónde están los guiones? No, que sí, que ¿Y que... los planos del teatro? Además de revisar vestuario, peluquería, material de atrezo y semovientes. Sí, sí.、Eh... ¿Semo qué? Semo v i e n t e s ¿El cuerpo de animales de la compañía? Si lo hubiera, hubiese. ¿Animales ah, animales、ah, sí ah, que tengo,、eh, bueno. Mira, tenemos、animales. también、eh, que llevar al otorrino a sus técnicos de sonido, que si no nos cruje el Ministerio de Sanidad con esto de la sordera temprana. Pero, pero usted está seguro que necesita hacer todas esas cosas. O sea, no, no le vale, le, le enseñamos las nóminas, no le basta con saber que nuestros becarios, por ejemplo, nunca han sido vejados. ¿Quiere una multa, señor Alsino? No. Porque si quiere una multa, yo le pongo una multa.、No. Una señora multa. Y me voy a la、no. siguiente inspección y os e adelantado a h e r l a ¿Quién le ha dicho que no? Que no, que voy a querer yo multas. Si le vamos a seguir dando lo que usted necesite, de verdad Pero que. ¡Pero、sí. Susana! ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí? Yo te hacía trabajando en. Lo has dejado. Jimena, ¿cómo estás?、Eh, me viene muy bien encontrarte.、Eh, no, no se llama Susana, se llama.、C eh, me, soy, soy una mujer, como le he dicho, muy ocupada y ya voy tarde. Continuemos, por favor. Espera, espera. Sí, sí, espere, espere. Que Jimena es la persona más indicada para ayudarle a usted y así yo puedo continuar con el programa. No, no, no, no, no, no de ninguna manera. Le necesito a usted. Mire, Jimena, Jimena Sandoval es nuestra jefa de producción y ella es Cecilia García del Ramo, inspectora de trabajo, muy estricta. Pero, pero ¿cómo que inspectora de trabajo? Y, ¿Y cómo que Cecilia? <risa> Pero si eres Susana, Susana Marcos. s t e h a s teñido? Tengo mucho trabajo y el coche en doble fila. Yo ya momento, me voy momento, yendo momento, y ya usted momento, me manda momento, mañana al coche. Un momento, un momento, un en... momento, un momento, momento. ¿Se conocen ustedes? ¿Os conocéis? Claro, si estudiamos juntas. Y hasta donde yo sé, por lo que veo en sus redes sociales, esta inspectora de trabajo es la subdirectora del teatro Bobli de Gané.、Oh. Perdón. Sí, sí, sí. El otro teatro especializado en ficciones sonoras. No, sí sé, sí, sé perfectamente. ¿Cuál es el teatro Bobby de Glané? El que tiene azotea en la Gran Vía. ¿sí? O sea que usted ha venido en calidad de. En calidad de una señora con peluca. De infiltrada de la competencia. Ay, fuerte. Una espía. Una impostora d e s p i l f a r a d o r a Eso es lo que. Es. ¿Ha gastado por, por, por su culpa? He gastado tres cartuchos de la Olivetti, señora con peluca. Ay,、no, que además esto es delito, ¿eh? Esto es delito, señora, porque esto es espionaje industrial. Está bien, está bien, está bien. Lo reconozco. Lo, sí, lo confieso. Sí, lo confieso, sí, lo admito. Ni soy inspectora de trabajo ni me llamo Cecilia. Mi、no、sé? jefe me ha enviado aquí para que averigüe cómo trabaja el equipo que ha ganado el premio Gramófono de Vidrio. Ay, mire, yo, yo siento mucho haberles engañado porque no se imaginan cuánto les admiro, pero me ha impresionado mucho. Mire, les tienen mucha envidia. Yo. Donde realmente querría trabajar es con ustedes, con, con este magnífico equipo, frente a este maravilloso público, con un referente de la comunicación como es usted, señor Alsina. Ese, ese, Joe, ese sería verdaderamente mi sueño. pero es que lo que ha hecho usted no está bien. No está bien, pero ha sido tan emocionante todo lo que a c a b o usted de decir. Una cosa no quita la otra. Eso es. ¿Me da un papel al menos? Es que si no es por Jimena, no me pillan ustedes, ¿eh? ¿Le ¿Les ha gustado mi interpretación como inspectora inquisidora, querido público? No, no.、Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es n o Pero no aplaudan, que nos lo ha hecho pasar muy mal. Y nos ha engañado. Solo he seguido su lema, señor Alsina. Que sea mentira, pero que esté pasando. ¡Ja, ja! Ahí, ahí, ahí me ha dado. <risa> Mira, vamos a hacer una cosa. Esta señora se va a quedar aquí para que sigamos reprendiéndola tranquilamente durante el intermedio. Y luego, ya a la vuelta, vemos si tiene usted sitio en nuestro relato de hoy. ¿Puedo ver el guión? Que no puede usted ver nada. Espérese que l o hacemos el intermedio ahora. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Les estamos ofreciendo Radioficción. Es mentira, pero está pasando. Muchísimas gracias de nuevo.、Eh, gracias. Estamos de vuelta ya aquí en Radio Ficción, en Onda Cero. Ayer.、Eh, decíamos, decíamos ayer. Decíamos ayer. La frase que no. Decíamos ayer espionaje industrial por parte de la señora perteneciente al teatro Bobby de Glanet, Cecilia García del Ramo. Presente. Que aquí continúa, sí. Bueno,、mm. ha pedido usted. A pesar, de, a pesar de la que nos ha hecho, a, pe, a pesar de haberse infiltrado vilmente entre nosotros, nos pedía usted, ¿verdad?, una oportunidad como actriz. He acreditado estar capacitada. Bueno, pues los servicios jurídicos del Teatro Luis del Olmo, en deliberación conmigo mismo, han decidido acceder a su petición. Cecilia García del Ramo. ¿Qué me dices? Con la condición. De que usted también e s p i e para nosotros. Ah, no hay problema. Dándole, eso sí, en nuestra función de esta mañana, un papel de reparto. De, de bastante reparto. Ah, no, no hay papel pequeño. Sí, c l r o Procedamos. Procedamos entonces sin más preámbulo. Ven que nuestro equipo de escenografía está armando ya el lugar donde empieza nuestro relato de esta mañana. Que es el salón de una casa cualquiera en una zona residencial. Nos vamos a situar, eso sí, en el futuro. Es un futuro algo distópico, pero no muy lejano. La acción empieza en este salón que están viendo, pero lo importante va a ocurrir al aire libre. En mitad de la noche, con un hombre que hace algo tan sencillo como pasear. Con todos ustedes, un celebrado relato del escritor de ciencia ficción Ray Bradbury. Con todos ustedes, el peatón. ¿Vienes o no? ¡Que van a dar el bote! ¡Mercedes! Voy, voy.、Eh, pero se puede saber qué estás haciendo. Pero, pero ¿qué pero, o estás haciendo en la ventana, mujer? ¿Estás ¿está a r i e n d o el c a m i ó n de la basura o qué? a y a y a y a y Un señor un poco raro. ¿A, a estas horas? Sí, sí. Pero, ¿ahí dónde? En la acera, andando. Y no es la primera vez. ¿Pero, ¿pero qué está haciendo? ¡Mercedes! Ya no aguanto más, Sebastián. En realidad no es tan tarde. Son las ocho de una noche nublada de noviembre. El señor Martin ha salido a pasear. El rumbo no importa. Elige cualquier dirección y mete las manos en los bolsillos porque hace frío. De su boca casi cerrada salen bocanadas de aire helado que parecen el humo de un cigarrillo. El señor m a r t i n adora caminar bajo la luna, en medio del silencio. Algunas veces lo hace durante horas, durante kilómetros, y s o l o a medianoche regresa a su casa. En su camino ve las casas y los edificios con sus ventanas diminutas, iluminadas, en mitad de la noche oscura, como si fueran los fanales de un barco. Hace tiempo que no hay farolas. Ya nadie sale a estas horas. A veces, el señor m a r t i n se para frente a alguna casa. Inclina la cabeza y escucha. Mira un poco y luego reemprende la marcha sin hacer ruido con sus zapatos de goma, para que los perros no ladren ni aparezcan caras asustadas en las ventanas, como le había ocurrido alguna vez. Caras Sobrecogidas ante el paso de aquella figura solitaria. Hola, vosotros. q u é h a y esta noche, en la plataforma de contenidos de las letras verdes. Y la de las letras rojas. Y la de las letras negras y blancas. ¿Qué corazón va a romperse? ¿Qué misterio a resolverse? ¿Qué bote millonario a entregarse? Si el señor Martin cerraba los ojos y permanecía muy quieto, inmóvil, Podía imaginar que estaba en medio mismo de ese concurso, o de ese romance, o de la comisaría de policía donde iba a resolverse ese crimen. ¿Qué veréis en media hora en vuestros teléfonos mega inteligentes? ¿Otro video podcast de entrevistas? ¿Un tutorial culinario? ¿Un vídeo más de gente limpiando cosas? El señor Martin. Llegó a una rotonda con salidas hacia importantes avenidas de la ciudad. Durante el día, aquel lugar era un atronador avispero de coches, una gran colmena zumbante de vehículos buscando un enchufe para repostar. Pero ahora, las carreteras eran como ríos en época de sequía. Solo piedras, soledad y el brillo de la luna. El señor Martín se dio la vuelta en una calle lateral, trazando la trayectoria de un semicírculo que le llevaría de regreso a casa. Estaba apenas a una manzana de su destino. Cuando un solitario coche torció en una esquina y fue hacia él. El coche le iluminó como un cono cegador de luz blanca. El señor Martin se detuvo, hipnotizado, aturdido como un mosquito ante una bombilla, pero inevitablemente atraído hacia ella. Quieto ahí. Quédese d ó n d e está. No se mueva. Buenas noches. ¡Las manos arriba! O disparamos. o disparamos. El señor Martin obedeció y se limitó a esperar. Puso los brazos por detrás de la cabeza. La luz de los faros del coche le impedía ver a sus ocupantes. ¿Su, ¿Su nombre? nombre? Anton Martin. Más, Más alto. alto. Anton Martin. ¿Negocio o profesión? profesión? Creo que soy lo que ustedes llamarían. Un escritor. Sin, Sin profesión. Pueden decirlo así. e l señor m a r t í n no había escrito en años. Libros como los suyos ya apenas se vendían. Sin profesión. ¿Qué está haciendo aquí? Paseando. Paseando. Eso es. Simplemente. Paseando. Sí, señor. Pero paseando hacia dónde? ¿Para qué? Paseando. Para tomar el aire. Paseando. Para ver. ¿Su domicilio? Calle Lenguado, número 11. ¿Y no hay aire, aire en su, en su casa? casa? ¿Cómo dice? Ha dicho、Auricen、que ha salido, ha salido a tomar, a tomar el aire. aire. Bueno, yo. ¿No, ¿no tiene teléfono, teléfono mega inteligente? inteligente? Lo he dejado en casa. Nadie, Nadie deja, su deja su teléfono en, en casa. casa. ¿Está usted casado, señor m a r t í n No. ¿Soltero? Nadie me ha reclamado de momento. No hable a menos que le pregunte. ¿Solo paseaba, señor m a r t í n Hemos recibido una llamada. Sí, una llamada. Pero no ha explicado usted con qué propósito. ¿Solo paseaba? Sí, lo he dicho para tomar el aire, para ver, pasear. ¿Y, y hace esto, esto frecuentemente, frecuentemente? Cada noche. Desde hace meses. Bien. Bien señor Martin. ¿Me puedo ir ya? ¡Suba! Pero, señor, yo no he hecho nada.、No. ¡Suba! Protesto. ¡Señor, señor Martin! El hombre dio un respingo ante aquel grito y, como un resorte, caminó hacia el coche. Como había esperado, no había nadie en el asiento del conductor, ni en ningún otro asiento. ¡Suba! Suba. Olía a acero remachado, a antiséptico. Olía a algo demasiado limpio, demasiado duro, demasiado metálico. Si al menos tuviera usted una esposa que le sirviera de coartada. ¿A dónde me llevan? Al Centro Psiquiátrico para la Investigación de Tendencias Regresivas. El coche se deslizó a lo largo de la avenida sin iluminar. Después de una manzana exacta, Martín dijo:、e、-esa, esa es mi casa. ¿Puedo, ¿Puedo coger mis cosas o algo de lectura? La voz se apagó. Ya no había ninguna orden que dar, ninguna información que ofrecer. Nada de lo que hablar. El señor Martin intentaría durante el resto de su vida recrear en su mente la sensación de pasear. El aire frío en la cara, el cemento bajo los pies, las piernas balazunceándose junto a los brazos, el brillo de la luna en las pupilas, el vaho, el silencio. Las manos de sus padres, cuando cogiéndole de las suyas, todavía tan pequeñas, le enseñaron a caminar y le explicaron el placer de hacerlo. Down c a Muchas gracias al público, gracias a nuestra actriz invitada de esta mañana, Aida de la Cruz. Gracias, Aida. A vosotros, a vosotros, a A la esposa asustada y a esa inspectora temible de trabajo falsa. Falsa, y o s a voz de Rafael Naranjo Jr., nos ha llevado a las avenidas oscuras de r a y Bradbury. Hola, ¿qué tal? Gracias una vez más. Encantado, como siempre, por haber venido al teatro. Andrés Moraleda, que ha sido la inquietante y artificial voz de la autoridad policial en este rato. Gracias, Muchas、Andrés. gracias, señor Alsina y compañía. Y a Borja Fernández Sedano, que ha sido el pobre señor Martín. Gracias, que, que le gustaba pasear. Simplemente La Próxima semana levantaremos de nuevo el telón del Teatro Luis del Olmo, el miércoles a las 11 de la mañana. Gracias por haber venido, gracias por haber disfrutado de esta función y hasta la semana que viene. Adiós. Más de uno en Onda Cero. Mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que Maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el Perro y el Gato. Este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde. Y siempre que quieras, e la p p y la web de Onda Cero. Patrocinado por m e n f o r s a n Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.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 En Onda Cero. ¿Dónde el SINA? Estamos en más de uno. Esto d es e Onda Cero. Estamos tratando de establecer comunicación con Josemi Rodríguez Hierro y Rodríguez Vila. es Un mensaje para José, mi el e teléfono. <risa> no, si、sí, seguro que pues, pues le estarán entrando 27 llamadas a la vez.、Sí. Él, él conoce muchísima gente, es muy solicitado. Muchísima gente, él no lo quiere contar, pero él conoce muchísima gente. Gente, además, muy muy relevante, muy relevante. Gente que tiene muchísimas cosas que contar, siempre que contarle a él en concreto. Entonces, cuando suena su teléfono móvil, si él lo atiende, entonces ya pues son 20 minutos, por ejemplo, de. Pero siempre、sí、dice: No me llames, que estoy en la radio. Claro, claro pero, pero hoy, como no está físicamente en la radio, pues es posible que le hayan entrado siete u ocho llamadas a la vez y que las haya atendido y que en este momento、pues、esté inhábil para、eh, hablar con nosotros. Entonces, este es un mensaje para la persona que ha llamado a Josemi: que le libere. Que le, que le libere, sí. Ah, ya está. Ya, ya, <risa> ya la has liberado. Ya está, entonces vamos a hacerlo bien.、No. Josemi Rodríguez, c a i r o y Rodríguez Vila, buenos días. Buenos días, yo os estoy oyendo. e s t o Yo c m m p l e e e t t a n yo soy comunicado. ¿Qué tal? ¿Cómo que, estás? Lo que pasa es que no me enganchan. ¿Cómo que no te enganchan? ¿Aquí el toro? Me te... pregunto yo, no sé. Yo, el toro no, porque el toro no lo tengo cerca. ¿Quién te tiene que enganchar? El toro, el toro no lo tengo cerca. ¿Qué tienes cerca, ¿Eh? José? -Mí? A ver si es que te tienes que Verbe. enchufar. Verde, una carretera, yo no me tengo que enchufar a ningún lado. ¿Por qué me voy a enchufar? Pues para e ir a la casa. Os estaba oyendo yo con el teléfono en la mano.、Mm. o、bueno, e n t i e n d e s y... O sea, no entiendo nada más que eso. Bueno,、no、nada、sabes. más que eso. Ayer tuve, ayer tuve ahora me, es que estoy, estoy, de estoy de viaje. Estoy de viaje, estoy en camino de, de, de Valladolid. Muy bien, ¿qué tal? Bien, bien ayer, estuve en, ayer estuve en la caja mágica. En la caja mágica, está muy bonito la caja mágica, está muy bien, pero no hay necesidad de que un tío te c a c h e e te toque del cuerpo de arriba abajo, sin、dices? guantes, además. Sin, sin guantes. guantes. Con lo cual me encontré a la dueña de la empresa, de l a empresa、mmm, a la propietaria de la empresa de seguridad, y le dije: Oye, le acabo de montar un follón a un empleado tuyo, me ha hecho, me ha hecho, has hecho muy bien. Has hecho muy bien, pero a mí no tenía guantes puestos. Y primero no veo la necesidad, porque luego te pasan un.、Eh, un eh, ¿Cómo un escáner? Un, un escáner de esos donde te, te, te pasan por, por delante, por detrás, por, por todas partes. Pero que un tío te esté tocando allí, pues la verdad que no. A mí me cogió desprevenido. Porque si no le doy una patada, Vaya s s u te o s monta el número allí delante. ¿Comprendes? v e a o s a mí. Así de claro. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? En, que, no, en el, pegar no, la patada, no. Yo no le daría la patada porque a, a, a, igual él, él es más fuerte que tú, quizá, digamos, como. Ya, pero la sorpresa、hipótesis. está y o la t e Puede ir dieta, armado,、no、puede llevar una、yo、porra. ¿Y, dieta, dónde, la... ¿Y dónde le habrías dado la patada、eh, en concreto? Donde podía. Donde duele, ¿no? Donde más ¿Dónde duele. Donde más ¿Dónde duele. ¿Dónde más tú, Exactamente. Pero lo que nos、pero、interesa,、claro. el, el, el catering, ¿qué tal, José? El、ah, catering、okay. de la caja mágica. Hombre, siempre es buenísima la terapia. A mí me invitó Marqués de Murrieta. O sea, Marqués de Murrieta la firma. Me invitó Cristina, Cristina Cebrián y su hermano el conde de c r e i s e l Estaba muy entretenido de gente porque eso siempre es divertido. Siempre es... Yo vi parte de un partido de una señora bielorrusa que gritaba muchísimo, que me molestaba mucho esos gritos. Con el esfuerzo, es decir,、claro, practicar un deporte y una señora gritando como una loca. a g a y a ¡Ya! Dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, tenis. Es que... Claro. tenis siempre、oh, se ha gritado no, mucho, José Mí. mí. Porque no, en el, momento,、no、el momento del golpe se, se vuelcan ahí todas l a s energías. En el momento del golpe、no、hay necesidad... hay No hay necesidad de gritar.、Sí. No hay necesidad de gritar. Sí, es un, no es un grito,、respirar. es más, un, es como un gemido e s f u e r z o Sí, un gemido de un esfuerzo. Ojo, una cosa, una cosa. Bueno, la señora era como para pegarte una bofetada y desaparecer de este, de este mundo directamente a la b i e l o r r u s a Era tremenda. No me gustó su tenis, no me gustó su tenis, no me gustó, y nos fuimos a cenar. Y la cena fenomenal, porque desde luego es impresionante ese montaje de esa caja mágica, ese montaje de esa. De esa, de esa comida tan espléndida, de todo, de, ese, de, ese, de esa profesionalidad, de esa empresa de, que da de comer a, a tantos miles de personas todos los días y de cenar, es una cosa espectacular. Está mal resuelto el acceso a la caja mágica. Está mal resuelto. O sea, yo tardé desde mi casa, tardé prácticamente una hora y pico en llegar. Bueno, siempre puedes ir en metro. En metro igual, es más cómodo. Yo creo que José mi no va en metro nunca. ¿Qué José, es eso? Creo que no sabe ni, ni dónde, es dónde está el metro. Yo no sé ni cómo se coge un billete sí, para sí, eso. Pero sabes que、Yo、es hacia abajo, ¿no? Tuve una mala experiencia <risa> en un metro en Roma.、Ah, bueno, y dije que no volví a montar en metro en mi vida. No, pero los metros q u en e España no t i e n e n Y、no、tuve、son. una mala experiencia. Yendo de la calle Ortega y Gasset a la Plaza de Toros. b u e no. Tampoco le... me gustó la experiencia que tuve. ¿Y por qué? ¿Cómo、eh? fue la experiencia? Donde éramos miles de personas,、Ajá. donde era una cosa que era un agobio horroroso. Donde estaban notando que me estaban metiendo la mano en un bolsillo. Sí, ahí、no、también podía te cachean en otro a <risas> veces. No podía ni moverme. Entonces digo, ¿pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? p e r o qué necesidad? Yo no d e hay cosas de las que no tengo necesidad.、Sí. Por favor. Bueno. O sea, claro. Pues que te arreglen a lo、claro、que e e c e s No tengo n e e Hay gente que hace. No, no, no, no come. Por, por, por hacer una promesa. Es que todas esas cosas yo no las entiendo. ¿Sabes lo que te digo? O sea que no. No hay necesidad de muchas cosas en la vida. Bueno. Así que nada. Si tienes necesidad, tienes necesidad. Pero hay otras que no tienen necesidad. Hay sacrificios que no tienen necesidad. Y un, y una, y un sacrificio para mí es hacer este tipo de cosas. Bueno. Pues que、no、tengas quedó un. claro,、no、quedó claro lo que está a s o Muy、visto. bien, muy bien. Sí, muy, clarísimo, bien. ¿no? muy bien, que tengas un buen viaje hasta Valladolid. Mañana nos ¿no? mañana、mm. vemos. ¿eh? Mañana os veis, eso es. Eso, Exacto. Eso, d o s veáis. Jorge, sí, mañana, ma mañana estaré contigo.、Que、mañana estamos aquí、mm, Con、nuevo. Begoña seguro. Mañana estamos aquí de nuevo, bueno, digamos, en、eh, manera, el, programa, ¿no? estamos aquí el programa. Gracias,、pues sí, José. Y adiós.、Claro. adiós. Adiós, José. Y hasta mañana. El programa estará、mañana. aquí con ustedes, naturalmente. Que sí, ha colgado como Raúl. Ha,、sí. ha colgado, ha vuelto a colgar. Sí, mañana a las、eh, 6 de la mañana, 5 en Canarias, comienza de nuevo este programa en día de fiesta. Aquí esto no es, es un no parar. Un Día de fiesta y con la mayor parte del equipo dispuesto a acompañarles el rato que ustedes quieran. Así que gracias por su confianza, como siempre, que tengan buen día y hasta mañana. Disfruten de la festividad o del puente, lo que tengan. Adiós.